De la tarde y 35 minutos muy buenas tardes aquí arranca la programación especial con motivo de la vigésimo tercera subida ubrique de que bueno pues ya ha arrancado en la primera fase en la primera manga de entrenamiento ya nuestros compañeros jesús domínguez y Juan carlos panal se encuentran precisamente en la línea de salida donde nos van a comenzar a narrar todo lo que ha acontecido hasta la hora de hoy hasta las 3 y, 34, y todo lo que queda por delante en este sábado especial jesús buenas tardes Muy buenas tardes, Fran. Pues, eh, como bien comenta, nos encontramos aquí en la zona de presalida, en concreto en la oficina, eh, en, la, en la sala de prensa, pues eh, para comenzar lo que va a ser una retransmisión que va a durar durante, va a durar todo este fin de semana. Durante la tarde de hoy vamos a estar aquí siguiendo todos los pormenores de la prueba y durante la jornada de mañana. Una tarde que, bueno, pues en lo meteorológico parece que se ha nublado un poquillo. Eh, se han dejado notar Pues eh, un poco de agua, algunas gotillas que han caído, pero nada importante, digamos, que pueda afectar por ahora al desarrollo de la prueba. Una prueba que comenzaba a eso de las eh, una y cuarto de la tarde con la primera manga de entrenamientos oficiales. Una manga, una manga de entrenamientos que ya eh, cinco pilotos no han podido tomar porque en este caso no han sido autorizados a tomar la salida. Cinco pilotos entre ellos, uno de los eh, locales, de los pilotos locales eh, Pedro Rubiales, que en este caso que iba a competir un año más aquí en su pueblo con su Renault Clio y que finalmente como decimos, no ha sido autorizado a tomar la salida. Junto a él, pues Cristina Calero Morales eh, la piloto que iba a estar al volante de un silvercar, tampoco ha sido autorizada. Ni Manuel Vian eh, Díez, eh, con Seas León Supercopa ni Manuel Amador Vargas Machuca con Mitsubishi Lancer Evo X, ni eh, Stefano Nicolás Laloux Durán con Hyundai Accent Cup. Esos son los cinco pilotos, como decimos, que no han llegado a tomar la salida en la primera manga de entrenamientos de la jornada de hoy y sábado. Por lo tanto, la inscripción oh, se reduce a cinco o cuatro pilotos, que son los que ya han, tomado, o han participado en esta primera manga de entrenamiento. Tenemos que decir que no todos han logrado o, finalizar o la, el tramo completo porque ha habido una serie de averías, creo que hasta una salida de pista sin ninguna consecuencia, obviamente, eh, y bueno, pues en este caso son los vehículos que, eh, insistimos, no han podido tomar Eh, ...no han podido terminar, mejor dicho... ...no han podido terminar la prueba... ...entre ellos Manuel Avilés... ...con el Van Gogh Racing Car B53... Eh, ...el ubriqueño Alberto Domínguez Arena... ...con Citroën AX... ...el también ubriqueño Manuel, Juan Manuel Chacón Romero... ...con otro Citroën AX... ...y también otro ubriqueño Adrián García Gil... ...con Opel Corsa G6... ...cuatro pilotos que como decimos... ...no han podido eh, terminar todos ellos... ...por avería mecánica... ...salvo Alberto Domínguez... ...que ha sido por salida de, de pista... Eh, la prueba lleva un poco de retraso por lo que vemos eh, y está, o tiene que estar ya a punto de comenzar la segunda manga de entrenamientos oficiales. Nos comentaba el director de carrera, eh, Paco Galán, que eh, bueno, pues, eh, se va a retrasar la salida o se va a retrasar entonces en torno a unos 15-20 minutos por ahora. Pues lleva 25 minutos eh, de retraso la prueba Y bueno, estaremos a la espera de que comience esta segunda manga de entrenamiento Una jornada apasionante, Juan Carlos, la que se nos presenta a nosotros en la jornada de hoy Así es, eh, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, Un saludo desde aquí, como decimos, desde la eh, línea de eh, salida eh, De, bueno, pues eh, esta vigésima tercera edición de la subida a Ubrique ...donde vamos a acompañarles durante todas eh, estas dos jornadas... ...recuerden que, como les comentamos, ha finalizado la primera manga de eh, entrenamientos... ...va a llegar la segunda, eh, en esta ocasión lo cierto es que la carretera se cortó eh, hoy sábado... ...antes de lo que viene siendo habitual, media hora antes, desde las 11 y media está cortada la carretera... ...precisamente para que comenzara a su hora eh, la primera manga de, de entrenamientos... ...tal y como eh, finalmente ha sido... Eh, ...ha sido una manga rápida... Eh, ...durante... ...bueno pues... Eh, ...una media hora... Eh, ...ha tenido más o menos... Eh, ...duración... ...esa manga... ...como decimos... ...y bueno pues... Eh, ...con pocas incidencias... ...algunas... como ...las que nos comentaba Jesús... Eh, ...y que han hecho que cuatro... Eh, ...pilotos hayan tenido que... ...que abandonar... ...tal y como le decíamos... ...una subida Ubrique... Que, eh, ...ahora mismo... ...cuenta con un total... ...de 104 participantes... ...fueron 109 los escritos... ...pero... Eh, ...bueno pues... ...en concreto... Eh, son los eh, dorsales número 14, eh, 25, 42, 44 y 96, entre ellos, por ejemplo, el ubriqueño Pedro Rubiales, eh, cuyos vehículos finalmente no han sido autorizados en las verificaciones técnicas y administrativas, y por tanto, bueno, pues eh, el número que finalmente, en cuanto a inscritos, eh, registra, participante más bien, registra esta subida de ubrique, va a ser de 104, eh, que no está nada mal, desde luego sería en la segunda cifra más alta después del año 2016, en que se inscribieron 120 eh, pilotos y participaron finalmente 114. Nos comentaba eh, Paco Galán, el director de carrera, eh, que por el momento más o menos van en las previsiones. Es cierto que eh, pues ahora mismo estaríamos en torno a 25 minutos de retraso con respecto... ...a lo que estaba programado en principio... ...recuerden a la 1 y cuarto... ...la primera manga de entreos oficiales... ...la segunda a las 3 y cuarto... lo que estaba previsto... ...y a las 5 y cuarto... ...debería llegar la primera manga eh, de carrera... ...en cuanto a lo que van a ser las eh, salidas... ...que tengan lugar en el día de hoy... ...ya saben mañana el mismo formato de años anteriores... ...desde el año 2012... Eh, ...con ese formato eh, de eh, dos fases... ...y las distintas eh, carreras... ...las dos jornadas... Mañana domingo recurren el cierre de carretera a partir de las ocho y media de la mañana y los entrenamientos oficiales que comenzarían a las nueve y media. Mañana dos jornadas, dos mangas de, de carrera, en concreto a las once y cuarto y a la una y cuarto. Esa es la programación de esta subida, Ulrike. Nosotros nos vamos a quedar enseguida con protagonistas y, por supuesto, vamos a ir comentándoles el desarrollo de lo que es esta nueva manga de entrenos, recuerden... Lo verdaderamente importante, por supuesto, llegará eh, a continuación, eh, no en esta manga, sino en la siguiente, que será ya manga de carrera. Pero por el momento, por lo que estamos viendo, Jesús, y nos vamos a quedar, por tanto, con los tiempos, lo cierto es que se lo están tomando bastante en serio los pilotos y, bueno, pues vemos ya eh, tiempos bastante importantes como pueda ser el de Javi Villa en lo que es la categoría 1 y en esos entrenamientos que han finalizado hace ya unos eh, minutos, conseguía el mejor tiempo con 2.17.2. La verdad es que eh, muy cerca de su propio récord absoluto, que marcaba el año pasado con 2.16.6, eh, a seis décimas se ha quedado, y eso a pesar de que es un entreno, eh, lo que significa que desde luego eh, hay muchas papeletas para que Javi Villa a lo largo de este fin de semana mejore eh, su propio récord en esta prueba ...en esa categoría 1 eh, recuerden además que el record absoluto de la prueba lo tiene ya unos años atrás eh, pues andrés eh, vilariño como decimos eh, bueno pues los eh, tiempos eh, que eh, han sido el mejor en la categoría 1 para javi villa con dos en 17 225 le seguiría a distancia josé mira eh, con esos 2 25 239 para francisco josé aguilar eso en eh, lo referente a la categoría 1 en la categoría 2 de este campeonato de España de montaña, el mejor tiempo ha sido para eh, Garis Coritz eh, Flores, eh, con un tiempo de 2.24, 2.31 para eh, Arcais Ordoki y el tercer mejor tiempo eh, con 2.33 para Javier Alonso. Y por último, ya en lo que se refiere a turismo en la categoría 3 de este campeonato de España de montaña, ...el mejor tiempo para José Antonio López Fombona... ...en 2'32 con su Lamborghini... ...un buen tiempo... Eh, ...lejos, eh, por supuesto, de lo que seguramente sea necesario... ...para conseguir la victoria... ...en las mangas de carrera... ...pero ahí quedan esos 2'32... ...de José Antonio López Fombona... ...2'36 en segunda posición... ...Humberto Janssens... ...y en la tercera plaza para... ...el actual campeón de España sea Antonio Aznar... ...que recuerden... ...llega aquí Ubrique... ...no con la jineta... ...sino con el Porsche 997... ...que eh, se ha encaramado a la tercera plaza... ...con 2.37... Eh, ...son los mejores tiempos... ...en las distintas categorías... Eh, ...iremos también con el repaso... ...bueno pues... Eh, ...a lo que son ya... Eh, ...los tiempos en sí... ...de la siguiente manga de, de entrenos ...también con lo, la participación para... ...los ubriqueños por supuesto... Y bueno, pues nos vamos a ir quedando con protagonistas eh, enseguida, eh, nos vamos a eh, quedar a lo largo de toda esta jornada con todo aquello que vaya aconteciendo, recuerden, además a través de las redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, pueden ir haciendo sus aportaciones, enviarnos eh, esas imágenes, comentarios que nosotros iremos eh, colocando y comentando con todos ustedes. Jesús. Pues sí, eh, declarar antes, comentar antes que eh, todavía no ha arrancado lo que es la, la segunda manga de entrenamientos eh, oficiales, pero ya podemos eh, decir que, eh, bueno, pues eh, en este caso la dirección de carrera ha declarado eh, pista mojada para lo que va a ser esta segunda manga de entrenamientos oficiales. No ha llovido mucho, al menos aquí en la zona de salida, han caído una gota, pero suponemos que en eh, las zonas altas del tramo habrá ha llovido un poco más y eso es lo que ha motivado que la dirección de, eh, de carrera en este caso haya declarado la carrera, la segunda manga de entrenamientos oficiales como pista mojada. Se empiezan a rugir, empiezan a rugir los motores y eso lo que nos indica que ya ha empezado o está a punto de empezar lo que es esta segunda manga de entrenamientos. Eh, de, eh comentar que los primeros en tomar Esa salida, como se ha establecido según el reglamento de la Real Federación Española de Automovilismo este año, van a ser los vehículos de históricos, los que han sido eh, clasificados como históricos eh, para el nacional. Queremos decir que son en torno a 5 6 tan solo. Este año, con esa nueva eh, clasificación, con esa nueva eh, denominación, ya decimos, son 5 o 6 los eh, vehículos que son catalogados ...como eh, coches históricos... ...se eh, podrán... Eh, ...escuchar ya a través de, de este micrófono... El, ...los motores... ...y como decimos... Eh, ...la cosa pues eh, ha empezado ya... ...tan en breve... ...vemos algunos eh, mecánicos... ...algunos ayudantes de los pilotos... ...pues en este caso... ...limpiando el, el... ...parabrisas de los vehículos... ...es poca el agua ya decimos... ...parecen gotas... ...cuatro gotas mal contadas... ...pero son algunas las que ya están cayendo... ...sobre eh, la zona de presalida. Suponemos, insistimos, que por arriba quizás eh, esté lloviendo algo más. Eh, por eso mismo han declarado la segunda manga de entrenamientos... ...como eh, pista mojada. Nosotros eh, vamos a movernos inmediatamente. Vamos a salir de este centro neurálgico de la prueba... ...donde está situada no solo la sala de prensa... ...sino también la sala de oficiales. Y vamos a ir ya recabando las impresiones con los protagonistas. Por lo tanto, vamos a devolver la conexión unos minutos y enseguida volvemos. Tercera subida UBRIQUE, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio UBRIQUE, con la vigésimo tercera subida. Hey, brother. But blood is thicker <coughs> A la búsqueda de protagonistas de esta eh, jornada de hoy, sábado eh, Primera manga de carrera oficial que está a punto de comenzar Y ya tenemos algún protagonista, con Jesús Domínguez, adelante Pues sí, Juan Carlos, nos eh, Fran, perdón Pues sí, Fran, nos encontramos aquí en ya en la zona del parque de trabajo Donde están o suelen estar ubicados habitualmente en estos últimos años Pues los pilotos eh, uriqueños Y vamos a intentar eh, recabar la impresión de alguno de ellos De cómo le ha ido esta primera manga de entrenamientos oficiales que ha terminado hace unos instantes. Vamos a ver si tenemos eh, la ocasión de eh, comentar unas palabras con uno de los debutantes aquí en Ubrique, con el que ya estuvimos hablando esta semana, eh, a ver cómo le ha ido esa primera toma de contacto. Hablamos con Sebastián Zapata. Sebastián, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta primera toma de contacto? Me ha costado un poquito porque hemos hecho un chompo y hemos tenido un golpecito, pero ahí ido bien. Primera toma de contacto regular, como, como lo dije el otro día, lo importante era llegar arriba, y ha costado. El golpe y eso sin, conce, sin consecuencias, ¿no? Sin consecuencias, ha sido se ha, se ha podido arreglar y ya está totalmente operativo. El, la caprichosa meteorología, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, porque ahora, por ejemplo, está brillando el sol, hace unos instantes estaba lloviendo un poquillo más, ha declarado la, la segunda manga como, manga como con pista mojada, eh, ¿cómo la planteas tú? Pues planteo igualmente que la primera, salimos salir tranquilos, ya llevo gomas mixtas desde el principio y nada, desde lo mismo, a terminar. ¿Sabéis más o menos a lo que se vaya a enfrentar en, en esto de la meteorología? Eh, sí, aparte, ¿no? tenemos varios amigos, como siempre estu estuvimos hablando el otro día, de Cunetero, que nos mantiene informado por allá arriba que lo que nos podemos encontrar. Y está declarado un mojado, pero ahora mismo hay muchas partes en seco, que no ha caído nada de agua. Por allí, por lo tanto, ha llovido lo mismo que aquí abajo, ¿no? lo mismo. Uh -huh. Bueno, ¿y qué? qué? ¿Cómo ves el ambiente eh, en, este, en este nacional? El ambiente espectacular, como siempre, abarrotado. Eh, a ver si el tiempo de acompañando y, y nada, eh, a terminar. ¿Te has sentido cómodo en el tramo ha habido y nervio había habido nervios, al principio <ríe> he estado bastante nervioso, estaba ahí <ríe> desbocado un poco y, y me ha costado pues, eh, ponerme sereno, pero ya cuando he llegado arriba ya, ya se me ha quitado todo, ya estoy más, tra ya estoy más tranquilo hacía eh, te da tiempo, no sé, porque claro, uno va concentrado en lo suyo de ver la afluencia de público por el tramo, ¿o no? Eh, si te digo la verdad, se ve poco. Va uno metido en el papel y se ve poco. Se ve algo, pero pero no. Ahora, para, para abajo sí se ve todo. ¿Qué tiempo has marcado? Pues si te digo la verdad, ni lo he mirado porque está más preocupado en arreglar cosas que, que en otra cosa Ahora lo vemos, que está la a, bueno que estáis aquí tranquilo es decir, que el coche está perfectamente para, para esta segunda manga eh, te la vas a tomar como nos dice de la misma manera ya lo que es la manga de carrera oficial tienes intención de, de apurar un poquillo más o, o sigue o seguirás con esa idea de, de finalizar primero voy a intentar finalizar y ir de menos más ahora voy a ir con un poquito más de tanteo porque no, no sé cómo me va a ir la verdad ¿En qué zona te estás sintiendo eh has sentido más cómodo del tramo? Eh de aquí al principio, hasta después hasta que llega la Cruz Roja y ya he a partir de la Cruz Roja y ya cuando más más más costado. Ah, paciente, dejamos tranquilo y luego ya volveremos a a consultarte a ver cómo te ha ido la segunda manga, ¿eh? Venga, vale, muchas gracias. gracias. Pues ahí estaban las eh, palabras del eh, piloto briqueño que ya decimos, es uno de los que eh, en este caso debuta este año ...aquí en, en su casa, la primera vez que afronta una, una subida. Ya quiso estar presente en lo que eh, fue el, eh, la prueba, eh, la subida de Peñas, eh, Estepona Peñas Blancas... ...finalmente no pudo tener a punto su vehículo, su Peugeot 106... ...y en este caso pues eh, su intención era probarlo allí, pues en eh, ese nubrique donde tiene que tirar... Pues este eh, de lo que de lo que es de probar el vehículo Ver los reglajes, ver lo que le falta, ver lo que tiene Y bueno, y tomárselo de la mejor manera posible Como él nos dice aquí lo importante Para un debutante, lo primero y fundamental Es eh, finalizar la, la prueba Bueno, pues vamos a seguir por aquí Intentando hablar con, con protagonistas eh, Vamos a ver si nuestro compañero Juan Carlos Tiene alguno por ahí Sí, Jesús Bueno, pues sí, sí, eh, nosotros por aquí también, eh, igualmente, buscando protagonistas, puesto que estamos junto a eh, eh, Antonio Luis, eh, en este caso, eh, pero ha tenido que eh, bueno acercarse ya a la línea de, de salida. Y bueno, pues eh, Antonio Luis Rodríguez, que eh, estaba, como decimos, eh, justo eh, a unos metros de la línea de salida y ahora sí que se ha puesto en marcha lo que es la eh, manga de, de entrenos. Eh, también hemos visto algún otro... Eh, el piloto briqueño, pero eh, lo cierto es que bueno, pues se iba a comentar ya la lo que es eh, eh, la salida y bueno, pues eh, ahora mismo para que es complicado, eh, estamos ahora mismo en el parque de trabajo en la zona de los briqueños, pero sí que es cierto que bueno, pues la mayoría de ellos eh, acercándose ya a lo que es la línea de, de salida y por tanto, bueno, pues eh, nos comentaban que estaban concentrados y que por favor lo dejásemos para, para más tarde. Hemos estado conversando, por cierto, con eh, lo que es la eh, organización, con algunos de los comisarios deportivos y nos decían que el problema en este caso, bueno, pues eh, eh, sobre todo eh, había tenido que ver para el, el retraso en esa manga de, de entrenos, eh, había tenido que ver con, eh, bueno, pues eh, la comprobación, la comprobación sobre todo de los puestos de entrenamiento eh, Eh, seguridad, eh, de los 25 puestos de seguridad y del trazado es eh, únicamente el motivo por el que como decimos bueno pues eh, finalmente se ha retrasado el arranque de esta eh, manga de, de entrenos eh, nosotros que como decimos eh, vamos a ir quedándonos con eh, protagonistas eh, no sé si eh, Jesús en este caso creo que está hablando con eh, algún corredor rubriqueño eh, no, bueno pues eh, lo he dicho eh, vamos a seguir por aquí Eh, en concreto, eh, bueno, pues eh, con uno de los eh, de los participantes eh, ubriqueños, Esteban Gutiérrez, eh, bienvenido, buenas tardes Hola, muy buenas Bueno, pues eh, por el momento, Esteban, eh, ¿qué tal esta subida? Eh, primera manga es la que, ¿cómo te has encontrado? Pues muy bien, es la toma de contacto con el coche y hemos ido probando cositas eh, Primero calentando goma, digamos que hasta pasando la chica ya no estaba yo bien con el coche ...y ya una vez ahí para arriba, pues probando los apoyos... ...y haciéndome al coche para ir probando cositas... ...hemos visto algunas de las eh, imágenes que se reflejan a través de... Eh, ...bueno, pues la retransmisión que se está haciendo también... ...a través de, de Facebook, vía streaming... ...y lo cierto es que se veía un buen número de, de personas... ...a pesar, ¿no? de que el tiempo no ha acompañado... ...sobre todo por el viento y demás... Eh, ...coméntanos, salió un poco de cronista... Eh, ...cómo está el, el trazado... ...pues bien, yo he visto bastantita gente... Eh, yo he visto bastante gente en el trazado. la cosa es que se está aguantando y, y, bueno, la gente esperemos que disfrute con la subida. Eh. Imagínate ¿no? que para tu caso y para los 22 ubriqueños en total que participan este año, pues eh, esto es eh, lo ideal, ¿no?, eh, ante tus familiares, tus amigos, y algo que no se puede perder, ¿no? Hombre, claro, aquí hay que salir. Hay que salir por la familia, por los amigos, por los patrocinadores locales, que nos ayudan muchísimo. Así que aquí hay que salir y hacer una exhibición, un espectáculo, dar todo lo que se pueda y, y disfrutar, lo importante. Sí. Coméntanos, ¿cómo se pone en marcha uno para eh, poder salir? Eh, es muy caro, por ejemplo, esta afición se eh, necesita, me imagino, ¿no?, de muchos patrocinadores. Sí, hay que tener un poquito de apoyo. ¿Eh? Eh, alguien también que te toque el coche Por ejemplo, en mi caso es mi hermano Que me arregla el coche Me hace las revisiones y etc Y, y eso, un poquito de apoyo Gana y, y eso eh. Bueno, pues eh, Y sobre todo también veo por aquí, ¿no? El apoyo de muchos familiares, eh, amigos Y es verdad que la eh, para que se hagan una idea Nuestros oyentes que, bueno, por si no han pasado Por aquí, eh, eh, durante estos Momentos, ¿no? De, de desarrollo De la subida ubriques ...muchos de ellos seguramente se colocan en el trazado... ...y no saben un poco cómo eh, tiene lugar, ¿no?... ...todas esas horas previas... Sí, sí, sí. ...y la verdad es que aquí esta plaza de la Barrio Andalucía... ...pues es sí, la concentración de sí, sobre todo los pilotos la, ubriqueños... ...básicamente ¿no? todos los ubriqueños, sí... ...como ves estamos todas las familias... ...apoyando a cada uno de sus pilotos... ...y claro, es que eh, si yo estuviera solo no podía correr... ...porque a mí me hace falta alguien que esté aquí en la carpa... ...que me monte ruedas, que me tenga preparada gasolina... ...y sin ellos no sería posible, la verdad que sí. Hay muchos mecánicos, ¿no? Eh, se ve por aquí eh, amigos eh, <risa> sí. que echan una mano... ...y si no a un piloto a otro, ¿no? sí, el que no es mecánico es eh, entendido, que lo toca todo... ...así que sí, la verdad que sí. <risa> ¿Qué esperas para el fin de semana? Supongo que eh, evidentemente no, no contéis con los medios de eh, pilotos... ...que a lo mejor estén compitiendo por el regional, por el nacional... Pero sobre todo, imagino, disfrutar al máximo, ¿no?, y, y poder terminar todas las mangas. ¿no? Aquí en agrupación, pues la verdad es que no he mirado nada, pero está muy complicado. Hay mucho nivel en el nacional, así que un poco, pues, de cara al, al local, ¿no?, a ver cómo quedamos entre los locales, que hay bastante. Son 22 pilotos y a ver si estamos, por lo menos, entre los tres primeros. También pique, ¿no?, en ese sentido, pique positivo, ¿no? Sí, sí, claro, siempre positivo, ¿eh? Siempre hay que tener un, un ánimo de competitividad, pero... Amigo, colegueo, se eh, eh, ha bien todo. Sorprendente, ¿no? Luego lo, lo decíamos a lo largo de toda la semana, el gran número de eh, pilotos ubriqueños, 22 en concreto, al final son eh, algo más y, y, bueno, pues incluimos también a, a pilotos de aquí de, de la comarca, sí. pero en concreto ubriqueños 22 y esto es una muestra de también... ...todo el trabajo de, de la subida eh, y esa afición que habéis mamado desde pequeño, ¿no? A ver, sí, claro, es que estando aquí, viviendo aquí en el pueblo... ...viendo el espectáculo que tenemos aquí... ...o que nos entran ganas de tener un coche y, y salir aquí a competir. Eh. Pues Teba, va, te vamos a dejar, eh, seguiremos hablando a lo largo del fin de semana... ...y no sé si quiere enviar un saludo a esos aficionados... ...seguro que a muchos amigos, familiares que ahora mismo te están escuchando... ...a toda mi familia, sin ellos no sería posible... ...a mis amigos y a todo el que esté en el trazado y que lo disfruten no, pues animen a todo en general y especialmente a los, los ubriqueños con el dorsal número 45, Esteban Gutiérrez. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y suerte. A Venga, hasta A palabras de uno de los eh, ubriqueños que vemos por aquí, como decimos, en el parque de trabajo. Y bueno, pues eh, cuando se sigue desarrollando esta manga de, de entrenos. Jesús, no sé si con eh, protagonistas. Pues sí, pues nos encontramos por aquí, por el parque de trabajo, y hemos eh, parado para eh, comentar, para intentar eh, recabar las impresiones del bicampeón de España, Humberto jansen que está un año más aquí en Ubrique. Humberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta primera manga de, de entrenamientos? Pues esta primera manga no ha ido muy bien, no tenemos mucha tracción en la rueda trasera y estamos a ver si lo podemos solucionar con otro juego de ruedas. Mm -hmm. Está el día caprichoso lo meteorológico, ¿no? Sí, será lo que sea. Si llueve, pues correremos en lluvia y si está seco, pues... Pues seco uh -huh. aunque preferimos seco porque ya vamos pasa bastante por agua uh -huh. y con eso te refieres lógicamente a estepona donde os cayó un verdadero un de, verdadero aguacero incluso tuviste un toque ¿no? con, con tu porche sí allí tuve un toque bastante bastante feo pero fue culpa mía atacaba demasiado y, y no estaba el suelo para eso uh -huh. los que estuvieron allí han comentado que pocas veces le ha caído tanta agua encima como la que la que cayó durante, sobre todo, la jornada del sábado, ¿no? Sí, pues el problema no era el agua que caía. Era que estaba acompañado de vientos muy fuertes uh -huh. y eso hacía que recibía en el, en el parabriza y eso te, no te dejaba ver porque te mandaba el agua con mucha fuerza. Y ese Bueno, bueno a mí me gusta esas cosas, pero verdaderamente tú hay un momento que no ves claro dónde vas. Uh -huh. Bueno, ¿con qué intenciones llega Humberto Jansen a, a Buriquén? Pues intentar pues, hacerlo lo mejor posible y a ver si tenemos suerte. Este año, ¿cómo te planteas el, el, el campeonato de España? ¿Tenés intención de seguirlo? Sí, tengo intención de seguirlo, pero prefiero hacer carrera por carrera porque no me acompaña un poquillo todo de la salud. Y, y a ver, carrera por carrera, ya iré viviendo. Uh -huh. eh, por cierto, ¿cómo está el, el Porsche? Ah, el Porsche, bien. En lo que no está bien, el piloto. <risa> Habría que cambiarlo uno más joven. Uh -huh. Sí, hombre, pero vamos, el que tuvo, retuvo. Y bueno, siempre ha dado, al menos en tus participaciones aquí, siempre ha eh, conseguido al menos una carrera, digamos. Eh, si sí, digamos que se te da bien el, lo que es el tramo riqueño sí sí me da igual que sea agua o seco eso no es no, no, no problema porque a mí me encanta esta zona también y ahora con está la carretera un poquito más bacheada que el año pasado entonces pues mamá trae este lo que va a ser esta temporada con quién crees que te vas a tener que batir en la, en la lucha por, por intentar eh, volver a ser campeón de españa eh, pues será Gerard de la casa eh, anar y espero que fue un bon asíga el campeonato Uh -huh. eh, digamos eh, el, el War Rally Car puede estar a la altura de los, de los Porches en, en el campeonato sí, sí sí sí como aquí por ejemplo si llueve y además tra el trazado que está bacheado eh, su suspensión está muy bien si hay si hay como el Fito que está en la parte de arriba muy muy rebaladiza es un cuatro patas en la salida ya no gana con algo y después el que lo conduce no hay que hablar más estuviste ayer presente en la ceremonia de salida la estuve viendo. qué te parece Impresionante, un bonito. Uh -huh. Mucha afluencia de público. Lo que nosotros sabemos ya por años anteriores, por ejemplo, el año pasado, es que hay vehículos que sufren mucho, como por ejemplo el tuyo, ¿no? En sí. Una, en una ceremonia claro. como esta. Sí, claro, por eso no, no llevé el mío, porque es que el embrague me lo quemo. En, en, es, en ese pequeño recorrido me quedo sin embrague. Entonces, quédate sin embrague para, para no poder correr el domingo, pues eso, eso es lo malo. Uh -huh. eh, ¿Han declarado la, la pista mojada en esta segunda manga de... De, entre, de entrenamiento, no sé, porque parece que va por zona, no sé si por ahí arriba hay... Ah, alguna... yo no, tampoco lo sé, tampoco lo sé, si arriba está mojado no, pero eso la rampa no tener que parar, como es entrenamiento, para no tener que parar, porque si después empieza a llevar, pues uh -huh. ya tienes que pararlo y yo creo que la han hecho poco, ¿no? para que vaya el entreno rápido. Para que haya más, mayor agilidad. Nada Humberto, que muchas gracias y que mucha suerte, bienvenido Brick un año más y nada, que disfrute del fin de semana. ¿eh? Gracias a todos, muchas espero gracias. que disfrutéis conmigo. conmigo Eso esperamos, muchas gracias Pues ahí estaban las palabras del piloto hispano-belga que como saben eh, conquistó dos eh, antorchados aquí en, en el campeonato de España, el de 2016 y el de 2015 fueron los dos triunfos de eh, Humberto Janssen que el año pasado por ejemplo eh, estuvo en la competición pero eh, bueno, venía pues de, de superar una, una enfermedad, estuvo pues las primeras pruebas, algo mermado físicamente y bueno, y sin intención de seguir el campeonato de España, eh, todo dependiendo obviamente de, de su estado eh, físico. Estas pruebas son muy duras físicamente, muy exigentes y es eh, lo que eh, pues motiva en este caso la decisión de Humberto Janssen del año pasado de ir retomando poco a poco la competición, pero sin prisa y, y por lo tanto pues, se autodescartó digamos para luchar por un por un título especial. Eh, nacional Vamos a seguir por aquí, moviéndonos por esta zona del parque de trabajo, pero antes le pasamos la conexión a nuestro compañero Juan Carlos, eh, por si está con más protagonistas. Así es, eh, Jesús. Eh, vamos a quedarnos con protagonistas ubiqueños. Vamos a aprovechar estos instantes previos antes de que inicie la carrera. En concreto, bueno, pues con el dorsal número 1059, con José Carrasco. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo se afronta esta subida? Pongosé, sea, no sé si es la primera vez aquí en, en nuestra localidad. No, el, el año pasado fue la primera vez, o yo la segunda vez que corremos en casa. En casa. Sí. Lo cierto es que dentro del Trofeo Junior, además, ¿no? Sí, estamos corriendo el Trofeo Junior. Eso quiere decir que bastante joven. Eh, y, bueno, pues lo decíamos con algún que otro piloto, ¿no? La afición, grandísima afición que hay en nuestra localidad. ¿Cómo eh, llega uno a...? Ah bueno, pues decidir ponerse al mando de, de un volante, pues la verdad desde chico, nos ha gustado la carrera, nos, nos metemos la escudería ubriquen en plan tema de organización, ayudarle a montar, nos sacamos un curso de bandera y hemos estado de comisario de bander ruta y después decidimos dar paso técnico ...a verificar los coches y, y ya lo que nos faltaba era ponernos a los mandos de un volante. Así que bueno, esto es poco a poco, eh, y pero como podemos comprobar desde muy joven, desde siempre, ¿no? La afición por el automovilismo y ahora a los mandos de este Renault Clio. Eh, ¿Cómo estás viendo la afición? Pues muy bien, está muy lleno de gente y Ubrique no sé lo que tiene, pero te engancha correr la afición que hay la está animándote, muy bonito. Es increíble porque eh, se veía el día eh, feo en principio con el viento, eh, que el viento creas que no, bueno, pues también echa para a muchas personas, eh, pero da igual que llueva, que haga viento, todos los años se puede ver que hay siempre fieles, a los que además se suman muchísimas otras personas y hacen que, que la grada esté llena. ¿eh? Claro, Ubrique yo creo que engancha a la gente a venir por la afición que hay, y los pilotos lo dicen que Ubrique es donde más afición hay al motor, Así, eh por cierto, en cuanto a la temporada, ¿aquí solo en Ubrique o tienes pensado continuar en, en alguna que, que otra prueba? Ahora mismo en principio Ubrique, queríamos salir en el Rally El Cherry en Jerez, pero coincide con la subida al Fito y queremos subir a de técnico. Entonces ya seguramente saldremos en el Sierra de Cádiz y, y lo que vaya surgiendo. De todas maneras, si no como pilotos, de alguna manera sí que participando en, en las pruebas, ¿no? Sí, de alguna manera vamos a, a ayudar a la organización. Pues Juan José, que te deseamos mucha suerte, de esta forma iremos hablando, si te parece, a lo largo del fin de semana, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a ustedes. Venga, gracias por participar, por acompañarnos en sí. este espacio, como decimos, eh, que bueno pues eh, vas a ir llevando más protagonistas. Eh, Jesús, eh, creo que es la zona de eh, los eh, pilotos, sobre todo de, de CM y de turismo, del Nacional. Pues sí, bien, como comentas, eh, Juan Carlos, estamos por aquella zona intentando, como hemos dicho, recabar las impresiones, hablando con los protagonistas y podemos confirmar ya a esta hora una noticia pues no muy agradable. Eh, en cuanto a lo que se refieren los pilotos de, de nuestra tierra y es que eh, el piloto ubriqueño Adrián García, que bueno, pues como comentamos antes, eh, tuvo una avería mecánica en, en, en esa primera manga de entrenamientos, eh, parece ser, según nos confirmaban desde, desde su equipo, su, la, la gente que lo acompaña, pues que mmm, va, tiene una avería importante eh, que necesita pues eh, en este caso no, no es capaz el coche de volver hasta la zona de salida la han dejado eh, en la zona donde se ha averiado porque eh, lo visto suelta aceite esperando a que una grúa lo remolque hasta esta zona pero nos confirmaba que posiblemente ya no pueda no pueda salir al menos en la jornada de, de hoy una triste noticia porque era otro de los debutantes y bueno pues intentaremos eh, hablar eh, con él cuando eh, tenga la posibilidad de bajar aquí a la zona del parque de trabajo para saber también Eh, además, lo que es, eh, en este caso, pues, eh, la avería en concreto, eh, ver cuáles son la, las, las consecuencias de eh, el, esa avería que, como decimos, no la, eh, no la ha permitido terminar, el primer eh, en este caso, la primera manga de entrenamientos. Vamos a intentar eh, segui seguir hablando con protagonistas, vamos a ver si tenemos eh, la ocasión de coger por aquí a algún un piloto, uno de la zona, de la Sierra de Cádiz, un Francisco Javier del Güey. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo estas primeras horas de la subida, Uriki? Pues nada, en principio muy bien, el tiempo que lo principal está aguantando y nada, nada, a disfrutar del día. Está aguantando, pero estamos ahí entre Pinto y Valdemoro, que no sé si eso es lo peor que le puede pasar, digamos, a... A, ...a los pilotos la incertidumbre... ...porque si sabes que va sobre mojado ...pues mira, sobre seco... ...pero eh, esta incertidumbre... ...y no saber lo que te puede pasar... ...dentro de cinco minutos... ...supongo que... que es lo, pejor, lo peor... ...y donde uno tiene que arriesgarse ¿no? Claro... Eh, ...sales de la asistencia... ...y lo mismo mientras que estás... ...esperando a salir... ...o te puede llover... ...o a mitad de tramo en Menauca... ...puede que esté... ...que esté... Se... ...mojado. Francisco, tú eres un habitual... ...aquí en Ubrique... ...¿cuántas ediciones van con esta? Con esta... ...creo que... Siete. Siete años llevamos entre algún parón que otro, pero vamos, siete. ¿Te gusta especialmente la prueba? Es divertida y es de la zona un poquito más larga de la, de la habitual y nada, me gusta, me gusta. En este caso, eh, la montura que lleva, como decimos, es un BMW, ¿qué tal está el, el vehículo? Es un BMW Compa, eh, lo tenemos para la venta, Ajá. a aprovechar que nada, a ver si darle a alguno y nada, en principio muy bien. Estamos, ...no estamos acostumbrados a, a él... ...porque el año pasado veníamos con un Ibiza TDI... ...y nada, estamos aquí adaptándonos otra vez... Uh -huh. ...a la trasera. Dice que está eh, estás vendiendo el vehículo... ...porque ha adquirido otro... ...o tiene el ojo echado a otra montura. No, yo tenía un M3... ...lo que pasa es que tuvimos una mala fortuna... ...y estamos todavía arreglándolo... ...y nada, de mientras pues... ...estamos compitiendo... Por lo menos para quitarnos el mono. ¿Qué objetivo tienes aquí en Ubrique? ¿Con, ¿Con qué estarías contento el domingo una vez finalizada la prueba? Hombre, pues contento si el coche llega uno el domingo después de parque cerrado y, y se lo lleva. Con eso estaría contento. contento. Y llevarlo entero, por supuesto. y si el... no hay venta, pues llevárselo uno para casa otra vez. y en lo deportivo tienes algo, supongo que con esas condiciones no, no arriesgarán mucho, ¿no? Que se diga. No, no vamos a arriesgar a mucho, intentaremos luchar un poquito para puntuar para el Open, la Diputación de Cádiz, que eso sí lo estamos siguiendo, y nada más. Esta temporada, ¿tú cómo te la planteas? ¿Hacer pruebas de, digamos, de, la, de la zona, pruebas cercanas, o, o, o vas a seguir algún tipo de certamen? No, no, en principio de la provincia de Cádiz, en principio, no sé cómo iremos moviendo ya el año. ¿Subida o Rally también? También, ahí le damos a todos, subida, el Lallon... Este año pues eh, tenemos la suerte aquí en, en Cádiz de tener eh, un rally dentro de muy poco que también va a estar, va, o se va a desarrollar parte de ese tramo muy cerca de Ubrique y el Sierra de Cádiz, ¿no? Que... Claro, el, un rally importante que es el Sierra de Cádiz y el otro rally antiguo de Cherry que volvemos a tenerlo en la zona, que es importante pa, para todos, vamos. Cualquier piloto de otra zona de España a lo mejor considera, bueno, dice que va a, ser, eh, va a hacer la, las pruebas de la, de la provincia nada más, eso es poco, eso es porque no conoce Cádiz, ¿no? Claro, esto, si probara aquí la, el paisaje y las carreteras que tenemos, algunos vendría, repetiría. Lo digo más por la cantidad, porque tenemos eh, cuatro, subidas, sí, dos cuatro rallies, subidas, dos rallies, también unos cuantos en Lalo. Tenemos el Lalo, dos, vamos, una provincia que tiene... ...es diversa en lo que es el mundo del motor. Ayer tuviste, supongo, que participaste en la, en la ceremonia de salida, ¿no? Sí, sí, estuvimos dando una vuelta por el público y, claro, un ambiente estupendo y nada. ¿Qué te parece en este tipo de iniciativa? Porque ayer es lo que sí se vio en la, en la avenida de España, la calle central de nuestro pueblo, podemos decir... ...que la gente se volcó, yo había visto pocas veces tanta gente en un evento en, en la calle principal, ¿eh? Sí, es verdad que año anteriores cuando nos hacía había gente aquí en la Plaza de toro ...pero es verdad que desde el año pasado que, que in incrementaron aquí las actividades... ...por lo menos para darle más vida al público y es verdad que, que la gente se, se está animando. Estas iniciativas, tanto esta como la de cambiar eh, la zona de verificaciones técnicas... Eh, tienden, o, o el objetivo principal es acercar más a la gente a, a lo que es la prueba, ¿no? que, la, que la sientan más suya y creo que, bueno, se ha conseguido entre una cosa y otra porque también en lo que fueron las verificaciones eh, mejor organizar, digamos, más espacio parece que sí, estaban más áquiles porque, hombre, aquí con todos los coches salían, entraban en la Plaza Toro, había un poquito de, de caravana y allí, más amplio y, y la gente pues está más cerca también del pueblo. ¿A ustedes os gustan los pilotos especialmente sentir, digamos, ese calor? Sí, hombre, es, una otra, es otra cosa que te da vidilla un poco para, para estar en la subida. Yo lo digo muchas veces porque uno está concentrado en lo suyo, ¿no? Eso ya también dependerá del, del carácter de cada uno, ¿no? Sí, ya eso depende, ahí está. Como bien dices, depende el carácter de cada uno, pero vamos, concentrado ah. puede estar dos metros antes de la salida, con eso, por lo menos a mí me basto. Nada, Francisco, pues eh, que disfruten mucho en Ubrique y, bueno, si sale un vendedor, pues mucho mejor, ah, ¿no? Ah, está, mejor, mejor. Pues mucha suerte. Venga, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Pues eh, las palabras de Francisco, eh, Javier del Güey, cuando ahora mismo se está dejando eh, notar la lluvia, está lloviendo un poco más eh, aquí en la zona del parque de, de trabajo, eh, pues eh, la, ya decimos los pronósticos meteorológicos eh, más en este mes de abril son eh, algo complicadísimo. Eh, al principio de semana se llevaba lluvia, luego no se dio, luego en, en estos últimos días pues ya se vislumbraba esa posibilidad de que cayeran unas gotas, pues es lo que ahora mismo está, está ocurriendo. Eh, vamos a seguir por aquí haciendo nuestra ronda, pero como siempre vamos alternando con nuestro compañero Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, ¿tenemos a alguien por ahí? Sí, vamos a proseguir con eh, los pilotos subriqueños, por cierto, que como podrán comprobar incluso nuestros oyentes, puesto que no escuchan de fondo los motores, eh, los pilotos que han ido parando sus vehículos, puesto que parece que el parón eh, va a durar unos eh, instantes. Lo cierto es que, eh bueno, pues el, eh, en el puesto número 22, el dorsal 80, nos comentan, Eh, pues eh, ha sufrido algún tipo de, de avería lo que hace que eh, haya tenido que partir la carrera no sé si ha tenido que vertir un poco de, de aceite puesto que eh, veíamos al director de carrera y algún integrante de la escudería Ubrique recogerse piolita aquí eh, bueno pues eh, los almacenes situados junto al, a las línea de, de salida, pero lo cierto es que la carrera está completamente parada le decimos parece que ha sido el dorsal número 80 de confirmarse, bueno, pues se trataría de un ubriqueño lubriqueño Sergio Álvarez, de escudería Ubrique, con su Citroën Saxo, y en principio, bueno, pues podría haber tenido un problema mecánico, y bueno, pues ahora mismo estaría en esas labores eh, de eh, bajar el vehículo, y no sabemos si también de, de limpieza la de la de la calzada. Nosotros vamos a aprovechar, como decimos para eh, seguir conversando con pilotos fubriqueños y en concreto tenemos con nosotros a un debutante aquí en su localidad, como es Manuel Mendoza con su Región Aurcleo. Manuel, eh, buenas buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eh, como decíamos, eh, debut, ¿qué tal te está pareciendo hasta el momento? Por ahora perfecto. Eh, la primera manga que he salido, por lo menos me he encontrado como con ercose. Ha ido un poco, pero bueno. Esperemos ahora a ver si la lluvia nos dé a correr. Manuel, eh, ¿más nervios por tardarse en la localidad de uno o al contrario? Esto es lo que te crea más ilusión, más ganas, ¿no? Sí, claro, esto no es como la anterior prueba que hicimos en Algar. Eh, es muy diferente. Aparte, mucho más nervioso aquí. Pero bueno, ya una vez que hemos subido, perfecto. Uh -huh. Decíamos, ¿no? Eh, debutante aquí en Ubríquez, pero sí que es cierto que, me comentabas, ¿no? También hiciste la prueba de, de Algar, ¿no? Eh, sí, hicimos la prueba de Arca para, para, para venir aquí y salió todo perfecto, por pues, lado. aquí estamos. Comentamos con algún compañero, es muy complicado, eh, seguro que es una de las preguntas que se hacen los oyentes por la cantidad no de ubriqueños que están participando, 22 en esta subida. ¿Es muy difícil para un piloto local, con los medios que todos imaginamos que pueda tener, eh, sacar un vehículo, participar en esta subida? Eh, pues sí, hombre, económicamente es muy complicado, pero bueno, se ve que poco a poco la juventud, pues, eh, nos vamos animando cada vez más y cada vez vemos más, y algunos más que faltan, pero bueno, mmm, esperemos que el año que viene todavía haya más, creo yo que vamos a subir, vamos a ir subiendo este nivel. Lo no, que tú comentas, son 22 este año, pero es que se han quedado algunos de los que ya habían participado en otras oportunidades, lo que quiere decir que eh, se podría acercar el número a 30 fácilmente, esto quiere decir, quiere decir que hay mucha cantera porque también vemos muchísimos familiares, amigos que seguro que es más de uno con la idea también de participar en alguna oportunidad. Eh la eh, cantera que se ha creado en Ubrique que tiene mucho que ver esta subida, está claro. Claro, eh el tema es que hay algunos grupo de pelota por lo que se han podido correr, pero yo creo que la cantera va a ir más va más más ascendente para cada vez más hay más gente que quiere correr y gente que falta y yo creo que eso lo pone en camino. Mm -hmm. Eh, vemos que está el tiempo, no sabe si va a llover. En vuestros casos, eh, de los pilotos ubriqueños, supongo que los medios son más limitados, evidentemente. No sé si con ruedas también para mojado o solo para seco. Eh, yo tengo de seco y tengo de agua, pero tengo neumáticos de agua de lluvia extrema. O sea que lo que está cayendo ahora mismo, las tres gotas y media que está cayendo, no llega a cesar con ni nada, entonces... ...no puedo montar neumáticos de agua... ...porque los destrozarían... ...subiendo la primera vez... ...los destrozarían seguramente... ...así que... Eh, ...o llueve bastante... ...o mejor incluso que no... ...que no llueva... ...porque si no... ...puede ser problemático para vosotros... ...que ya decimos... ...lleváis eh, ruedas de, de seco... ...de todas forma ...bueno, las previsiones apuntan a, a buen tiempo... ...¿qué tal, qué tal la, la afición... ...como has visto... ...el número de aficionados en el trazado... Muy bien, muy bien. Claro, nunca lo he visto entero de subir, pero muy bien. Sobre todo a la gasolinera hay muchísima gente. Y, y, igual, vamos con el tiempo cambia un poco, pero no creo que lleva mucho. Esperemos que no. Manuel, que Otra vez te imagino, ha estado en algún punto de, de la subida viendo la carrera no? Claro, bien el de bandera y todo estado, de comisario de ruta. Y he vivido toda la experiencia tanto en la carrera, como en la asistencia, como en de bandera, como comento. De todos los puntos ha dicho Y la culminación piloto También, que era este año Comentaba Juan José precisamente eso que tú dices no Que ya había participado como eh, comisario bueno, Como integrante de, de lo que es la, la prueba Y bueno, pues eh, muchísima suerte Nos vamos a quedar aquí Pero eh, ya digo, deseándote toda la suerte del mundo A disfrutar, no que de lo que se trata Imagino el principal objetivo a lo largo del fin de semana ¿no? Correcto, llegar a River Domingo es lo que importa Pues Manuel, seguiremos hablando Suerte Muy bien, gracias Venga, muchas gracias eh, para, como decimos, Manuel Mendoza, dorsal número 60, eh, que al igual que el resto de sus compañeros, pues ahora mismo, por aquí, eh, pues a la expectativa eh, de que eh, comience, se reanude de nuevo la competición, porque eh, la verdad es que se paró esa avería finalmente, pues, eh, eh, ha hecho que se detenga la carrera. Escuchamos los motores de fondo, parece que podría... ...reanudarse ya la, la carrera, esperemos que, que sea así... Eh, ...sobre todo por eh, la vitosidad de, de la misma, es importante... Eh, ...y bueno, para que además se puedan eh, ir respetando los horarios... ...que es algo muy importante. Jesús, eh, no sé si con protagonistas por ahí. Pues sí, nos seguimos aquí por el parque de trabajo... ...y hemos tenido la ocasión de eh, quedarnos, eh, acercarnos en este caso... ...al que es ahora mismo el líder del campeonato de España, andorrano Gerard de la Casa. Gerard, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Ubrique. ¿Qué tal la primera toma de contacto? Gracias. Bueno, no muy bien, hemos hecho un trompo en la gasolinera. Pero bueno, aparte de eso, perfecta Habías estado antes aquí en Ubrique. Había estado en el 2013. Entonces ya conoces, ¿no? Lo que ah, pues, algo sí, de las características, recuerdo no mucho, pero algo sí. <risa> que bueno, pues como decimos, eh, un campeonato de España que ha empezado muy bien para ti. Eh, con, en Estepona, con esa prueba eh, en la que os diluvió ¿no? y en la que supiste sacar el, el mayor rendimiento de, te, de tu Subaru ¿no? Sí, bueno, a nosotros la, la lluvia nos benefició bastante las condiciones fueron muy malas y aprovechamos infinitos y tal y conseguimos una pequeña ventaja uh -huh. ¿Y ahora mismo con la intención de seguir el campeonato de España? Sí, exactamente Eh, bueno, ahora ahora en, en lo que se refiere En los últimos años hemos visto el dominio aplastante De los de los porches, ¿no? En, en lo que es la montaña nacional eh, el, bueno, No sorprendió, pero El que el, el Subaru ganara la partida En esas condiciones que se dieron en este zona Entraba dentro de la lógica eh, ¿Crees que puedes competir de tú a tú a, lo, a los porches Durante el campeonato? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que a finales del año pasado Ganamos a Hansen en su casa Ganamos a todos los GTs en su casa Entonces, el coche vemos que es bastante bueno. El recorrido del Campeonato de España es más para ellos que para mí. Pero bueno, esperamos en el fito estrenar un nuevo motor y a ver si podemos estar con ellos o batirles. ¿Hay que modificar mucho una montura como eh, la de un World Rally Car para, poder, para, para que sea competitivo en montaña? Bueno, ahora lo tenemos tal como viene en versión de Rallys. Hemos mejorado un poco las suspensiones y todo eso, pero la parte motor, sí, se puede mejorar bastante más. ¿Y qué tal se adapta, digamos, las características de lo que es el trazado de Ubrique a, a tu vehículo? Yo creo que hasta el cruce no es para mi coche, pero después del cruce para arriba tenemos una pequeña ventaja. ¿Qué te ha parecido el ambiente que te has encontrado aquí en, en Ubrique? Increíble, la gente, increíble. En el día de ayer, en esa ceremonia de salida, en la que... Bueno, hay muchos pilotos que no se terminan de decidir porque eh, nos comentan pues que, que castiga mucho el vehículo, ¿no?, una, una ceremonia con tantos parones, pero bueno, los que estuvieron presentes, eh, sí se les veía, en, en cierta manera, disfrutar, ¿no? Bueno, eso de que se castigan los vehículos, yo creo que no, y para mi opinión, para el público y todo, tendría que asistir todo el mundo, ¿no?, lo veo un poco como un pequeño feo a la organización, ¿no? Son, digamos, los esfuerzos que tienen los, los, los organizadores en este caso por intentar acercar lo que es la prueba al público y para que se sientan identificados, ¿no?, es precisamente. Exactamente, claro. Porque nos encontramos, por ejemplo, que muchas veces la subida, en la mayoría de los casos, está fuera del casco urbano, no es el caso de Ubrique, porque parte del casco urbano, y es difícil, ¿no?, que, que eh, sobre todo para los sponsors y, y, y para las marcas que, que apoyen la prueba, ¿no?, en, en este sentido. Sí, yo creo que hay un poco poca colaboración de los pilotos también. ¿Sí? porque es, es mi opinión, ¿eh? Mm -hmm. Sí, porque es un evento y, hombre, están aquí, tienen el coche aquí y que no salgan para mí creo que es un poco un feo, ¿no? Mm -hmm. Que también, eh, quieras que no, los pilotos tenéis eh, esa labor de promoción, ¿no?, precisamente de las marcas que os apoyan, ¿no? Bueno, o digamos no, que... Es... Ya te digo, es más que nada para el público y para el organizador que estamos en tiempos muy difíciles y todo es un plus y hay que ayudarlos al máximo. Precisamente eh, estos últimos años la Federación Española está tendiendo a eso, ¿no? a, in a intentar vender más lo que es la montaña que durante en muchos años pues ha parecido como el patito feo, ¿no? Sí, últimamente la promoción todo está, está mejorando bastante. Uh -huh. Bueno, ¿cómo te planteas ahora lo que va a ser esta segunda manga de, de entrenamientos? Bueno, nos retomaremos un poco con calma. Para andaluz ya tienen que luchar para la primera de carrera y nosotros en la última pues intentaremos hacer lo que podamos. Porque ahora supongo que eh, se tenderá, eh, se tenderá en esta manga de entrenamiento al tanteo todavía, ¿no? ¿Hay reconocimiento? Bueno, ¿no? los del campeonato de España sí. Los del campeonato andaluz para ellos ya es la primera de carrera. Y aprietan más. Y, aprietan, y tienen que apretar, claro. Pues nada, Gerard, que lo dicho, bienvenido a Brique y esperemos que disfrutes de del de fin de semana y bueno, sobre todo lo que nosotros queremos ver ese espectáculo y, y, y de poder si ¿Eh? poderte subir en un coche de carreras para nosotros ya es disfrutar. Y yo decía de teneros ahí compitiendo eh, directamente con, con los bueno. eh digámoslo los pilotos que se supone que este año vaya a seguir el campeonato y Sí, no. la lucha será fuerte, pero bueno, habrá que intentarlo uh -huh. ¿No? Gerard, muchas gracias A vosotros gracias. Pues eh, esas eran las palabras del eh, piloto Andorrano, que insistimos Es el, eh, el líder eh, Provisional, ah. ahora mismo del campeonato De eh, España Seguimos nosotros Ahora mismo podemos decir con esa Incertidumbre, llueve, no llueve Antes estaba cayendo Algo de agua, ahora parece que Eh, pues eh, en este caso La meteorología ha dado una tregua Sigue nublado Veremos eh, lo que ocurre eh, en los próximos minutos Y sobre todo en la manga de carrera Que es la importante Porque parece que ahora está aguantando y, y bueno, pues es imprevisible Sin duda lo que puede ocurrir En los próximos minutos de la próxima hora Juan Carlos, no sé si tú estás con alguno por ahí Pues eh, sí, por aquí con protagonistas Nada menos que Eh, seguro el nombre, si preguntamos por un piloto aquí en Ubrica, cualquier niño, eh, López Fonbona. Esos apellidos se lo sabe perfectamente cualquier crío en nuestra localidad porque es el piloto actualmente que, luego, más victorias tiene nuestra localidad y eh, seguro que también, bueno, campeonatos de, de España. El asturiano que está aquí con nosotros, nos ha facilitado por aquí un asiento incluso para que nos acomodemos. Veíamos cómo eh, firmaba unos críos Eh, bueno, pues justo antes, porque ya hicimos sin duda Una de las grandes estrellas de esta subida, Ubrique José Antonio, bienvenido de nuevo, a Ubrique Buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por el recibimiento La verdad es que es un, un placer siempre poder estar y pasar aquí un bonito fin de semana de carreras El piloto asturiano que, eh, recuerden, se lo veníamos comentando a lo largo de toda la semana De hecho, José Antonio eh, nos acompañó a, eh, en estos días en el espacio de deportes Y bueno, pues ya apuntamos que, eh, bueno, pues eh, continúa con el Lamborghini Huracán, al final no ha sido posible, ¿no?, el, el Audi A5, ¿no? No, no, ya comentaba en anterior entrevista que nos faltan algunos elementos, nos faltan algunas piezas que no va a ser fáciles de tener en, en un corto plazo de tiempo y, bueno, nos daríamos por satisfechos si lo pudiéramos tener ya completo a la Vuelta al Verano. Quiere decir por tanto que eh, bueno pues baja en la medida de lo posible para esta edición no para este campeonato pretende no tener este audi en poco tiempo no bueno eh, lo tendremos en, en cuanto pueda, cuanto antes mejor pero no tenemos una fecha concreta para poder tenerlo completo pero en cualquier caso bueno pues seguimos participando con el Lamborghini que es también un muy buen coche y, y se puede pasar muy bien con él también lo cierto es que además han marcado el mejor tiempo en los entrenos... ...en la categoría 3, con 2.32... Eh, ...por detrás tuya Jansen y Aznar con 2.36, 2.37... Eh, ...de todas formas suponemos, José Antonio, que hay que bajar... ...un buen número de segundos más para, eh, digo, las carreras, ¿no? Las la mangas de carrera Sí, sí, por supuesto que hay que bajar un buen puñado de segundos... Eh, ...la primera manga nos la hemos tomado con una relativa calma otros yo creo que con más calma todavía, eh, la gente no les gusta enseñar cartas en la primera y hay un tapado que es Gerard de la Casa, que estoy seguro que hoy tal vez no, pero mañana va a estar peleando por la victoria. Abrazo partido con Aznar, con Hansens y conmigo, segurísimo. La verdad es que eh, ha sorprendido no ese tiempo 2.51 de, de Gerard de la Casa en esta manga de entrenos, Viene ahora mismo líder, ¿no?, del campeonato de falla de después de la prueba de, de Cepona, que podemos decir fue un poco caótica, ¿no?, por aquello del tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, no tuve ocasión de estar allí, pero por lo que me contaron, las condiciones climatológicas fueron terribles y la gente lo pasó más bien bastante mal. Y el tiempo que ha hecho Gerard ahora no tiene nada sorprendente, a vida de cuenta que hizo un trompo en la gasolinera entonces ahí se habrá dejado tranquilamente entre 10 y 15 segundos. O sea que, eh, como digo, esta primera manga es una toma de contacto, además esta prueba siempre la primera manga del sábado patina más de lo habitual porque tiene polvo acumulado, del paso de autobuses, camiones, etcétera Y generalmente hasta la última manga del sábado no empieza a limpiar un poco, pero cuando de verdad se pueden hacer buenos tiempos suele ser el domingo. Eso un poco con la incógnita de, del tiempo, o bueno, no la previsión la verdad es que no daban lluvia, pero estamos viendo ahí esas gotas eh por el momento tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, al final pues eh, si cuando vayamos a salir a parrilla, está lloviendo, pondremos ruedas de agua, y si no está lloviendo, las de seco, pero otra cosa no se puede hacer. la forma, en este caso, bueno, incluso no serían tampoco las de agua, sino algo mixto, ¿no?, porque poca cantidad. ¿eh? No, en nuestros coches solo hay agua o seco, no, no tenemos rueda intermedia. Bueno, pues el Lamborghini, que desde luego, eh, por el momento, está dando resultados. El año pasado, la verdad es que no fueron del todo eh, como imagino que, que esperabas. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? Bueno, pues desde hace unos cuantos años el objetivo sigue siendo el mismo, que es pasarlo bien, divertirse, disfrutar, que el público disfrute y los campeonatos la verdad es que no, no nos preocupan en exceso, de hecho no seguiremos el campeonato al, al completo, sino que iremos a aquellas pruebas en las que más a gusto nos encontremos. Y Ubrique eh, en este caso era obligatorio, entre comillas. Sí, evidentemente. Uri, es una cita obligada, y aquí me siento siempre como en casa, la gente es fantástica, la afición tremenda y para encima se come muy bien por aquí, pues mira, miel sobre hojuelas. Pues fin de semana eh, turístico, pero no es así de loco. Antonio López Fontbona viene cada año por ese gen competitivo que, que demuestra, después bueno, las cosas pueden salir como sea y la verdad es que el Lamborghini... Bueno, eh, decíamos ¿no? que esperando el Audi A5, pero bueno, el, el Lamborghini que, si no me equivoco, son 620 caballos, de 0 a 100 en unos 3 segundos, así que una máquina nada desdeñable, ¿no? Efectivamente, el único hándicap que tiene es el peso, que venimos pesando pues unos 150 kilos más que nuestros directos rivales, Y ese es un hándicap importante. Por potencia le superamos, pero a veces el peso es más eh, difícil de controlar que, que la potencia. Entonces, bueno, eh, creo que hace un conjunto muy, muy competitivo y la prueba de ello es que estamos ahí peleándonos con todos ellos. La expectativa para eh, la manga de carrera de, de esta tarde, mantenerlo ¿no? ese mejor tiempo, supongo, aunque evidentemente no las cosas se van a apretar bastante más, ¿no? Evidentemente, como tú bien dices, eh, las cosas se van a apretar y bueno, pues para la manga definitiva va a depender de cómo estén las condiciones climatológicas, porque ahora en estos momentos no llueve, pero la pista se está enfriando, con lo cual la adherencia pues se va haciendo más precaria y sabemos que va, vamos a apretar todos. Entonces, bueno, la incógnita está ahí, es lo bonito y vamos a ver cómo resulta esa manga definitiva. Pues estaremos muy atentos. Antonio, por cierto, como has visto en cuanto a afición en esa primera manga, en esa primera subida, eh, ¿cómo está el recorrido, aficionados? Pues como se dice vulgarmente, está petado. Hay una cantidad de gente enorme en todo el recorrido, pero he de hacer notar que están todos perfectísimamente colocados y yo creo que es una afición muy educada, que sabe respetar los las normas y los consejos que da la dirección de carrera y los comisarios y bueno, pues espero que así se desarrolle todo el fin de semana. Pues eh, José Antonio, si te parece seguiremos hablando por supuesto a lo largo del fin de semana, lo dicho, bienvenida a nuestra localidad de quien es sin duda el piloto más popular y bueno, pues desde eh, luego porque se lo ha merecido, se lo ha ganado durante todos estos años con todos sus triunfos aquí en nuestra eh, población. Antonio lópez fobona que por siempre un placer seguiremos hablando gracias igualmente gracias a vosotros a palabras como decimos de lópez fobona eh, bueno pues eh, eh, como decíamos sentados justo eh, al lado del de resto de vehículos que van tomando la eh, los últimos metros hacia la línea de salida lo cierto es que eh, había eh, habíamos visto que se había reanudado la, la carrera Javiro, otra vez estamos viendo eh, algo eh, detenido a la prueba, vamos a ver si eh, podemos eh, conseguir información al respecto. Jesús, no sé si por ahí tienes eh, protagonista, creo que con Manuel Maldonado... Pues, ¿crees bien? Estamos con el piloto almeriense, Manuel Maldonado. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Está aquí habituallando, podemos decir, eh, de cara pues a todavía a las dos mangas de carrera que quedan. Nolo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con, con esta vigésimo tercera edición de la subida? Bueno, bien. Estamos teniendo problemas desde ayer con la electrónica del coche. Están ahí el electrónico viendo a ver si lo podemos solucionar. Y voy de oída, voy, no veo datos, no veo velocidad en la que voy, no veo nada. Entonces voy totalmente de oída y se junta eso, se junta con... Estamos fríos todavía, la primera prueba, la primera manga que hago este año, ni siquiera hemos hecho a test que normalmente hacemos. Y bueno, bien, de momento contentos, estamos, no estamos demasiado lejos, que pensaba que íbamos a estar más, le, más lejos. Y nada, ahora iremos viendo en los siguientes entrenos y ya la, preparando un poco para la oficial Nuestro piste es en, en Echepona, eh, cuál fueron los motivos? No, bueno, eh, los motivo es que este año no lo voy a hacer Nacional, este año no lo vamos a tomar en otro plan debido a bueno, cuestiones de trabajo y demás y disponibilidad de tiempo. Y, y vamos a Venimos aquí, que nos gusta mucho esta prueba, el ambiente y, y nuestra gente y tal, y, y luego pues iremos en la semana que viene, hacemos el, el rally de Almería también. Y nada, no, no tenemos un calendario establecido porque vamos un poco sobre la marcha. Eh, suponiendo eh, que bueno la, las pruebas que te vayan gustando y en las que eh, cercanas ¿no? ¿o, o tiene intención también de seguir algunas más del, del nacional a, a la que le tenga especial aprecio? Sí seguramente saldremos tenemos proyectos hacer totanas y bueno a ver qué tal va todo pero ya te digo no no no tenemos nada claro o sea iremos a algunas pruebas sueltas y tenemos que también un poco respetar los, los sponsors que también eh, siguen y nada por lo demás no no ...no hay nada establecido... ...cosa suelta y un poco va en función del tiempo que tengamos. Anolo, ¿cómo te has encontrado... ...aparte de, eso, de esos problemas que, que nos comentas... ...que tienes con el vehículo... ...¿cómo te has encontrado el tramo en esta primera manga? no Bueno, lo normal es que en las primeras pasadas... ...pues el tramo esté un poco sucio, ¿no?... Eh, eh, ...todavía, pues, si las condiciones idóneas... ...para, para hacer los mejores tiempos... ...¿cómo, la, cómo lo has dicho Sí, bueno, el tramo está casi como todos los años... ...quizás lo he notado en la parte media un poco más más roto, más vaceao, y el coche se mueve más y demás. Por lo demás más o menos igual. Pues si es verdad que yo te digo, salimos aquí un poco a probar el con neumático ya del año pasado y y no las referencias... Eh, son un poco más o menos lo que queríamos ver, ¿no? Hoy aquí montaremos luego el neumático nuevo en la última y pero bueno, a, estas dos mangas no sirve para eso, para eh, coger eh, esa referencia que decía y sobre todo arreglar el coche. Que es que quieras que no llevamos seis meses fuera de, de, de no subirnos en el coche, entonces nos cuesta un poco ahora volver a, a mirar reglajes, un poco a situarnos. Entiendo que, eh, por lo tanto, eh, donde mayor rendimiento se le podrá sacar será mañana, ¿no? Sí, bueno, en esta última oficial, que parece ser que los reglajes que hemos dado en la primera me he sentido bastante cómodo y, y ya tocamos un punto arriba, un punto abajo, ya sobre eso vamos a ir trabajando. Y ya, bueno, a ver, Se te esté más cómodo con el coche sobre todo muy importante solucionar los problemas electrónicos que aunque parezca una tontería, ir de oída cuando va en quinto va en sexta y, y la edad palanca para adelante para quitar la velocidades en el, en, me ha pasado antes que he quitado una más de la cuenta Entonces, se clava mucho el coche Entonces, necesitamos que vaya todo bien pero bueno a ver si lo conseguimos en cuanto a el día parece que está lo climatológico un poco tonto no eh, está muy cambiante lo mismo hace viento que lo mismo llueve que se seca que, que vuelve a caer Entonces está muy cambiante. Esperamos que nos respete eh, el agua, por lo menos. Eh, ha, hemos, ha llovido un poco, bueno, digamos unas una cuatro gotas. ¿Esa llega a afectar eh, a la conducción? ¿La bueno, ha caído? no, no, no. Lo que ha caído el asfalto se lo, se lo chupa y este asfalto es bastante granulado y creo que... No, lo que ha caído no. Seguiríamos con los mismos reglajes de seco. ...y con los mismos neumáticos y todo... ...no, no a eso no cambiaremos nada... ...se mantiene así, por lo tanto no se cambia nada... ...otra cosa ya sería que... ...que empezara a, a llover con alegría... ...claro, estaremos preparados por si cayera... ...pero para montar neumático de agua... ...tiene que caer mucha agua... ...eh... ...te vimos ayer, no sé si, si... ...si acierto, te vimos ayer disfrutando... ...en la ceremonia de salida, eh... ...sí, fue una pasada, eh... ...la verdad que... ...te voy a ser sincero... ...cuando dijeron de hacer la dudé si hacerla porque los coche sufre mucho los embragues y tal, ¿no? Pero la verdad que me, luego digo, ah, menos mal que lo he hecho, porque fue una auténtica maravilla. El, el pueblo de Ubrique, todo el espectáculo que se montó, me encantó. Habéis tenido una iniciativa genial, macho porque fue una maravilla, me encantó, y yo lo paso súper bien. Aparte que ya sabes, que siempre digo lo mismo, que para mí Ubrique es una carrera especial por su gente, ¿no? Entonces yo aquí ya hace muchos años, conozco mucho a la gente de aquí, y venir aquí no es un sitio extraño, es como voy a ver, amigos, ¿no? Entonces, eh, disfruto mucho. Ayer también se introducía la novedad de las verificaciones técnicas, que se ha ubicado en una nueva zona, que parece acertada a la medida. Sí, sí, claro que sí. El tema de la Plaza de Torres muy bonito, en tonos muy chulo pero creo que había que adaptarlo un poco a esto, porque barro cuando llueve, el viento, el aire del año pasado, creo que fue. Bueno, no se puede estar Entonces, aquí yo reúno las condiciones perfectas para que para hacer una zonas de verificaciones perfecto sí. me pa parece más desahogado más organizado, no que otros años cuando se realiza aquí, que claro con los coches de asistencia entre lo, los propios vehículos que, que tienen que verificar hay una, había una especie de cabal, ayer parece sí. que era la cosa más ágil, aunque la verdad que de tiempo se tardó lo mismo, ¿no? Claro, a mí particularmente me gusta más la Plaza de Toro, porque es símbolo de Uriques, ¿no? Símbolo de Cádiz de el tema, bueno, eh, un poco eso, ¿no? pero me gusta el entorno, me gusta el que tiene grada alrededor, tal. como como emblemático, me gusta, pero claro, luego el, el terreno no es lo mismo. Y da la impresión de que incluso se puede interactuar más en la plaza de la Palmera entre pilotos y aficionados, ¿no? Parece que estás más cerca, más Sí, eso es lo más eso es lo más parecido lo que se hace en todos sitios. Lo de lo otro, lo de la plaza de toros, pues es algo especial que se hace aquí por el bueno, pues supongo que por el tema taurino, pero que tanto una cosa como la otra está bastante bien. ...lógicamente, tal y como pasó el año pasado, es mucho mejor este año... porque ...el asfalto, está mejor aquí yo creo que mejor preparado. esto Aunque este año nos has comentado que no piensa seguir el campeonato de España... ...¿cómo ves el calendario que se ha establecido este año? Con, con pruebas nuevas y lo que muchos comentan, que por fin eh, regresaba la montaña Galicia. ¿no? Sí, bueno, si te soy sincero, no sé exactamente cómo está el calendario... ...porque como de primer momento he no, de no hacerlo sé que hay pruebas nuevas pero tampoco me he parado a, a ver qué lo que hay por ese que está Totana y alguna por ahí arriba pero como de primer momento ya te digo teníamos claro que no lo íbamos a hacer no no lo sé creo que está bastante más abierto que en otras ocasiones antes se centraba todo el campeonato en cuatro meses o cinco y ahora parece que está mucho más dilatado y eso es muy bueno pero a ver si este año solucionamos todo lo que tenemos que solucionar a nivel de trabajo y tal ...y para el año que viene me, me encantaría volver a nacional... No, ...lógico, si no vas a, a, a completar el campeonato... ...de nada te sirve ponerte los dientes largos, ¿no? Nada, no quiero ni mirarlo... <risa> ...pues nada, eh, Manuel, que muchas gracias... ...bienvenido un año más aquí en Uri... Que ...esperemos que disfrutes del, del fin de semana... ...y que puedas estar ahí ahí peleando por los puestos altos... ¿eh? ...esperemos, muchísimas gracias a vosotros... ...muchas gracias... ...pues ahí estaban las eh, palabras del piloto almeriense... ...Manuel Maldonado, que ya saben, es un fijo... Eh, en Ubrique, eh, pues eh, muchos años eh, viniendo a esta localidad, eh, participando en el Campeonato de España, este año pues ya no ha adelantado, como, como excepción que no tiene pensado seguir el, el Campeonato. Eh, su vehículo, el Porsche eh, 991, es uno de los más llamativos y estamos eh, totalmente seguros de que se le va a echar de menos, no a quien ubique, sino en las pruebas del Nacional a las que no tenga pensado eh, acudir. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra ronda y como venimos haciendo en la jornada de hoy, pues vamos a pasarle la conexión a nuestro compañero Juan Carlos, que parece que está con el campeón de España. Así es, eh, Jesús, eh, José Antonio Anar, que ya nos acompaña, nos ha habilitado por aquí incluso una... Una silla para que cómodamente eh, podamos conversar durante estos minutos. Eh, José Antonio, antes que nada, eh, bienvenido a Ubrique un año más. Enhorabuena además por tu campeonato en el pasado año, vigente campeón de, de España, eh, revalidándolo eh, además eh, con los conseguidos en años anteriores. Y, y lo de hecho bienvenido antes que nada. Muchísimas gracias y contento de estar aquí un año más en Ubrique sin fallar nunca. ...es pelear por, lo, por los puestos de honor... Por, por, el, ...por el podio y por la carrera. o Pues Antonio, ¿qué? Eh, Ahora sí te parece, entramos con... ...la subida este fin de semana... ...los objetivos de la temporada y demás... ...pero me comentabas como incidencias que... Eh, ...bueno, de hecho, ¿no? Parece que... ...ha tenido que salir el coche R de nuevo... ...por alguna incidencia... ...de, de un piloto... ...se ha parado de nuevo la, la carrera... ...y lo cierto es que, o oh, estaban sondeando... ...me decías, para... ...incluso puede, todavía esto no es oficial pero puede que parar eh, y suspender ya la, la manga de, de entreno para comenzar de forma inmediata la de carrera. Sí, bueno, eh, han venido por aquí a preguntarnos, a sondear un poco a los pilotos, a ver qué nos parece si suspendían ya la manga de entreno, de esta segunda manga de entreno, e ir directamente a la carrera. Entonces, pues bueno, no es lo mejor, no es lo ideal, porque yo, por ejemplo, he tenido que retocar los relajes que traíamos en principio y nos gustaría probarlo antes de carrera, pero bueno, si al final tenemos que ir todos directamente a carrera porque los problemas que está viendo así lo... así lo, lo, lo... digamos que lo necesitan, pues bueno, pues habrá que hacerlo. Pero ya digo, no es lo ideal puesto que habiendo cambiado los, reglaje, los reglajes principalmente que traíamos desde un principio, pues nos gustaría probarlo antes de la carrera, pero si no puede ser, pues iremos directamente a la carrera y haremos lo que podamos. ahora bueno, pues eh, seguiremos atentos, ahora daremos novedades y eh, nos comentan algo ya de forma oficial, pero... ...como lo comentaba José Antonio... ...bueno pues se le estaba sondeando... ...a ver qué opinaban sobre... ...la posibilidad de que se suspendiera... ...esta manga de eh, entrenos... ...por las incidencias que están haciendo... ...que se vaya de, de tiempo... ...y bueno, sobre todo que se quiere asegurar... ...es que tenga lugar la manga de carrera... ...que en principio estaba prevista... ...para las cinco y cuarto... ...a partir de las cinco y cuarto... ...y son ya las 5 menos cinco de la tarde... ...con lo que desde luego... ...el retraso ya es bastante eh, importante... Y eh, veremos qué ocurre. Por lo pronto, José Antonio, decíamos eh, que, bueno, llegas a Aubrique, además con tu Porsche, por las previsiones meteorológicas sobre todo que apuntaban eh, lluvia, ¿no? Sí, principalmente porque miramos a ver el tiempo que iba a haber este fin de semana y había algunas páginas que daban agua. Este coche, la verdad, que teníamos neumáticos nuevos sin usar de Estepona. Teníamos, digamos, ruedas de agua, teníamos de seco, teníamos un poco de todo... ...y al otro coche pues había que empezar a dotarlo de esos neumáticos nuevos... ...y la verdad que como es, con este coche no estamos haciendo montaña... ...que lo que más estamos haciendo es rally... ...pues estas ruedas luego se nos quedan un poco ahí atrasadas... ...y al final pensamos que si llovía era mejor este coche... ...que era un coche más favorable para el agua... ...y que ya teníamos todo el material digamos preparado... ...para poder venir a esta carrera... ...y bueno pues con, con ello también... por pues la inversión era menos hacer para estar aquí... ...y creo que también es un coche competitivo... ...que puede ir bien aquí en Ubrique y bueno, el tiempo todavía no ha llovido porque han quedado cuatro gotas pero bueno, aquí ya sabemos en Ubrique en cualquier momento viene una nube, descarga y ya tenemos toda la carretera mojada así que ante la duda decidimos venir con el Porsche que creo que es una apuesta segura y una apuesta que, que bueno que el, si está seco el Gineta es, sabemos que es un coche más rápido aquí que es un coche más potente y mejor pero con este coche creo que podemos hacer también un digno papel y podemos también pelear por la carrera ¿por qué no? De hecho ya lo has demostrado en de los entrenos Eh, ha estado ahí en tercera posición a tan solo un segundo de Yance, algo más lejos de, de López Fontbona, pero también, eh, como comentaba con él mismo, con José Antonio, eh, bueno, pues eh, está claro, ¿no? En, la, en los entrenamientos os guardáis bastante y habrá que ver ahora ya en, en la próxima subida ¿no? Sí, bueno, la verdad es que los entrenamientos no son tiempos significativos porque es verdad que los entrenamientos más que nada es una toma de contacto, sobre todo en la primera de entreno, donde va a ver cómo va el coche, cómo van los reglajes que llevas puestos de principio y la verdad es que no te fijas mucho en el tiempo final que haces, ¿no? Pero sí es verdad, como ya te he dicho antes, que nos hubiese gustado hacer esta manga segunda manga de entreno puesto que hemos tenido que tocar los reglajes y ver primero antes de la manga de carrera si lo que hemos tocado y lo que hemos hecho eh, va bien y luego en la manga de carrera ya salir a, a fuego y salir ya, digamos, a, a intentar batir el, el mejor tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, si al final es para todos, eh, es lo que hay y al final si tenemos que salir a carrera sin probar los reglajes, pues saldremos e intentaremos hacerlo lo mejor posible. La imagen ahora mismo que podemos ver es la de el Porsche, a la espera de ver qué neumáticos utiliza, como el tiempo está tan... Eh, que no sabe qué va a hacer... Vemos por aquí la eh, tanto ruedas de, de agua como de, de seco, eh, y, y bueno, pues eh, un poco a la, a la expectativa, así que eh, se nota, se puede apreciar algo, eh, que a lo mejor nos se han acostumbrado a ver en nuestros oyentes, que están han a lo largo del tramo, y es que no utilizáis calentadores, eh, porque la normativa lo, lo impide este año, ¿no? Sí, este año se ha decidido que no pongamos calentadores, y bueno, como es una norma para todos, pues bueno, pues al final no beneficia ni perjudica a nadie, al final salimos todas en las mismas condiciones y como tú bien has dicho antes, tenemos un juego de neumáticos de agua preparados porque también las páginas que hay del tiempo están dando que a partir de las 5 llovía y hay que tenerlas preparadas porque si en un momento da acá un chaparrón y hay que salir con ruedas de agua, pues las tenemos aquí preparadas. Tenemos otro juego de neumáticos de seco usados por si salimos a, a entreno y luego tenemos las de seco nuevas que son las que tenemos preparadas para la manga de carrera. ...que ahora ya cuando decidan realmente... ...si hacemos entreno o no... ...pues ya habrá que recurrir a ellos... ...si vamos directamente a carrera... ...pondremos la rueda nueva... ...y intentaremos, ya digo, como he dicho antes... ...pues hacer el mejor tiempo posible... ...y estar lo más arriba posible en la clasificación... ...por cierto, en, en la primera eh, manga de, de entreno... ...como has visto, la, la adherencia de la carretera... ...porque suele ser... ...lo decía también López Fonbona, ¿no?... ...la primera es la más complicada... ...porque tiene más suciedad, ¿no?... De, ...de los vehículos que habitualmente pasan... ...por la carretera, como lo has visto... Bueno, pues lo que cada año creo que hay, digamos, más baches. Bota mucho, eh, de hecho nosotros hemos, tra hemos traído un reglaje creo demasiado duro y en la zona muy rápida el coche era muy inestable puesto que botaba, no absorbía, digamos, la cantidad de baches que tiene la carretera y bueno, pues hemos decidido de, de ablandar el coche y de poner un reglaje más suave para que absorba mucho más lo que son los baches que tiene la, la carretera. La adherencia, pues... Tiene razón José Antonio, al principio la primera manga siempre tiene menos adherencia, a medida que vamos corriendo y vamos dejando goma en el suelo y vamos limpiando lo que es el asfalto, la adherencia va mejorando, pero esto será de cara mañana. Hoy no creo que mejoramos mucho en el tema de adherencia, más bien en el tema de reglajes sí creo que podemos mejorar bastante el tiempo. Bueno, pues eh, José Antonio te vamos a dejar eh, con el objetivo, supongo, no al fin de semana evidentemente de estar lo más alto en la eh, clasificación, Y de cara a la, a la temporada va a seguir, el, eh, por supuesto, el campeonato. Eh, hablamos con algunos pilotos, por ejemplo, López Fontbona nos decía que no, va a estar en todas las pruebas. Eh, Maldonado nos decía que tampoco, no va a seguir este año el campeonato. De todas formas, hay ahí rivales importantes, como hemos visto, por ejemplo, en, en Estepona, el propio Janssen. Y bueno, eh, el objetivo, por supuesto, es revalidar el título. ¿eh? Sí, pero bueno, también te hay que contar este año con Gerard de la Casa, que no nos olvidamos que fue el ganador al final y a la postre en Estepona y va a ser un rival duro, muy duro de, de batir este año, porque tiene un coche que es muy bueno en agua, es muy bueno en seco, digamos que es un coche que es muy polivalente y un coche que va a ir bien en todos los trazados. Entonces no será el mejor, el mejor en algún trazado, pero sí es verdad que va a ser muy competitivo en todos los trazados. Entonces, no nos olvidemos de llegar de la casa, que va a ser un rival importante a tener en cuenta y bueno, eh, siempre, siempre en el Campeonato de España siempre va a haber gente y siempre va a van a surgir rivales en cada carrera y hay que estar siempre peleando y hay que estar siempre lo más arriba posible ser muy regulares, no fallar en ninguna carrera que esto de cara final de temporada es muy importante y no hay que obsesionarse con una carrera en concreta hay que hacer todo el campeonato y ser lo más regulares posibles y lo más rápido posible en todas las carreras Por momento, ¿no? La regularidad es lo más importante y ahora de la casa que además llega líder del campeonato después de la prueba de, de Estepona Y bueno, pues si no se consigue la victoria, al menos estar ahí en el podio, en la mayoría de las pruebas, es fundamental. Sí, pero hay que ganar también, porque si no gana al final y gana el rival, va ganando el rival y tú vas quedando segundo, al final no va a ganar el campeonato. Entonces nosotros, el objetivo nuestro, si no llega de aquí, es quedar por delante y llenar de la casa, para contrarrestar los puntos, digamos, que nos sacó de ventaja en este bona Pero que si no es en esta carrera, será en otra. Nosotros... Eh, ...tenemos las miras puestas en el campeonato... ...y ya digo, no podemos centrarnos en una sola carrera... ...tenemos que mirar las carreras que son favorables para nosotros... ...donde mejor podemos, digamos, hacerlo... ...y donde más rápido podemos ir... ...y en donde tenemos que intentar de quedar por delante de él... ...pues para ir enjuagando la ventaja que él ahora mismo trae de Estepona... ...que en Estepona creo que él tenía el mejor coche... ...para las condiciones climatológicas que había... ...y nosotros no lo hicimos mal... ...puesto que tenemos un coche muy complicado para llevar en agua con la tracción trasera, con el motor trasero, con todo atrás, un coche muy complicado y al final nosotros hicimos un tiempo muy bueno, hicimos el mejor tiempo de todo el fin de semana y una segunda posición que nos supo a victoria porque la verdad que después del toque que tuvimos el sábado, trabajar toda la noche los mecánicos y poner el coche a punto de un día a otro no es fácil y luego la mentalidad de salir otra vez en agua correr y intentar ganar. Cuando te da un golpe por pequeño que sea, siempre da un paso hacia atrás ...y luego cuesta otra vez coger el ritmo... ...y nosotros no dimos ni... ...vamos, no dimos ni un centímetro hacia atrás... ...porque el domingo salimos otra vez a, a dar guerra... ...y estuvimos peleando ahí como jabato, ya digo... ...y al final, en la última manga... ...hicimos el mejor tiempo de todo el fin de semana... ...eso creo que quiere decir mucho... ...de las ganas que tenemos de revalidar el título... ...y quiere decir mucho pues del potencial... ...que tenemos el equipo... ...la capacidad de reacción, de poder reparar un coche... ...de un día para otro... ...y hacer lo que haya que hacer, entonces... ...pues nosotros ya digo, vamos a estar peleando toda la temporada para intentar revalidar este título y traernos para Andalucía, que es donde tiene que estar este título. José además Cadeba eh, lo va a eh, complementar, va a ir compaginando la temporada con los rallies, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros este año ya hemos hecho dos rallies en Andalucía, la semana pasada estuvimos en Sierra Morena, donde ganamos el rally como, como primer andaluz del Campeonato Andalucía y el rally anterior, el Valle de la Almanzora, que también quedamos primeros y bueno, pues estos dos rallies que son de coeficiente alto de cara a la clasificación general de final de año, eran muy importantes y siguen siendo muy importantes y la semana que viene no nos olvidemos que tenemos el rally más especial de todo el año el rally de mi casa, el rally de, de, de, de mi escudería, el rally de mi alma, el, del automóvil Club Almería el rally que fue Costa del Sol en su época, en su época más dorada y ahora el rally Costa de Almería que es donde la semana que viene daremos todos los mejores que tenemos en el equipo y por supuesto... Mico Piloto, José Crisanto, Alá y yo haremos todo lo posible por, por sumar un Costa de Almería más a nuestro palmarés, y en eso estamos Un placer, como siempre, hablar con José Antonio Alnar estamos por aquí un crío que se acerca para que le firme, han sido muchísimo los, los chavales que, que se acercan eh, y bueno, porque conocen evidentemente a José Antonio no ya como campeón además de España actualmente sino como uno de los pilotos habituales los principales, los más destacados ...que cada año pasan por aquí, por nuestra localidad. Pues, José Antonio, seguiremos analizando... ...porque además eh, analizan muy claramente... Eh, ...cómo va la carrera... ...lo que lo que nos queda por delante... ...así que si ¿sí te parece, seguiremos hablando a lo largo del fin de semana... ...mucha suerte. Muy bien, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. José Antonio Narque, lo dejamos firmando más... ...muchísimos críos por aquí... Eh, ...con estos libros de firma... ...que la verdad es que son todo un acierto... ...por parte de, de Escuderío Ubríquez... ...porque eh, enganchan desde luego a los aficionados... Eh, ...más pequeños, desde los eh, más pequeñitos, bueno, pues van con esos libros de, de firma. Eh, Jesús, eh, no sé si con protagonista cuando estamos viendo cómo hay vehículos que eh, parece que eh, regresan... ...a ver si, eh, bueno, pues nos indican eh, si finalmente se ha suspendido la manga de eh, entramiento. Vamos a intentar eh, confirmarlo eh, a continuación. Sí, Jesús. Pues sí, pues como bien comenta, estamos eh, aquí con otro de los eh, pilotos que compite este año aquí en la vigésimo tercera a subida, Ubrique, que es una de las, eh, digamos, de la nota llamativa del fin de semana, de las sensaciones. Es Salvador Tineo, el piloto de Benavis. Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Esta es primera toma de contacto con Ubrique. Pues bien, volvemos aquí a Ubrique después de dos años, que corrimos aquí hace dos años. Y bueno, la verdad que muy contento con el coche y la verdad que mucho público para hacer el sábado, que, que el ambiente es genial. Y bueno, la primera toma contacto muy buena, ¿no? El coche, la verdad, que va todo muy bien. Y bueno, esperamos ahora ir mejorando los tiempos y a ver cómo va avanzando el día. Vuelve a Aubrey, que después de dos años, pero con una pequeña diferencia, que lo haces como subcampeón junior de la NASCAR europea, que se dice bien pronto, ¿eh? Sí, sí, así es. El año pasado quedamos subcampeón de Europa junior de la NASCAR y bueno, estábamos para ganarla, pero bueno, al final tuvimos más suerte al final de año, quedamos subcampeón de Europa. Y bueno, este año vamos a intentar hacer nacional de montaña entero y eso, pues como tenemos esta prueba de Urique aquí que nos viene muy cerquita de casa nos viene genial, la verdad que encantado de estar aquí. Eh, la primera prueba del campeonato allí en tu casa, en, en Estepona, bajo bueno, una, un fin de semana muy lluvioso, un diluvio que os cayó prácticamente, sobre todo la jornada del sábado y en el que, bueno, las cosas te fueron no te fueron del todo mal, ¿no? Sí, así es, que la carrera de casa, ¿no?, que siempre se coge con muchas ganas, que la que tenemos allí a nuestra gente, a nuestra afición, y la verdad que, bueno, fue muy bien, porque sabíamos que podíamos estar arriba, ¿no?, pero no tanto como hicimos terceros de la General y primero de Grupo N, y muy, muy cerquita de la, de la cabeza, la verdad que contentísimo, que para eso, el diluvio que hizo, que hizo un diluvio universal allí, aguantamos súper bien, el coche se portó, y la verdad que contentísimo, y nada, ahora intentar seguir el campeonato, intentar seguir ahí arriba y peleando. Bueno, ¿y qué intenciones trae ese eh, para Urike? Pues bueno, eso, intentar mantener el primero del grupo N y bueno, la general, el, el tercero que tenemos ahora es difícil de mantener, ¿no? Porque bueno, ahora ha venido también Von Bona y con Gerard Jansen que ha vuelto tremllasnak. Está difícil, ¿no? El, por lo menos en el top 5 con la General y primero de Grupo N con nosotros hemos cumplido y la verdad que eso, que disfrutando aquí de la gente que, que no, no suelo ser usual, suelo ser puntual en, en la subida, pero este año voy a intentar seguir este, este ritmo porque la verdad que me siento muy cómodo y disfruto muchísimo aquí en la subida. Muy difícil en la montaña que un Mitsubishi pueda competir con los Porsche, con los GT, ¿no? Sí, sí, la verdad que es difícil, ¿no? Que hay que apretar ahí mucho. La verdad que tiene mucha potencia pero bueno nosotros eso conectar ahí cerquita lo que, lo que máximo que podamos pegar por esta categoría grupo n que es el objetivo estamos contentos en principio como sabemos los michos son son monturas más más orientadas al, al rally para, para la montaña eh, hay que hacer muchos relaje mucho cambio con el vehículo quizás que, que pueda eh, competir digamos en un rally? Sí, bueno, la verdad que hay que hacerle un, unas una, cuantas variaciones, ¿no? pero sobre todo eso que sea más rápido en velocidad, más rápido en, en, en curvas rápidas, que siempre, bueno, al ser 4x4 en curvas lentas va mejor. Y aquí en la subida solemos tener más curvas más rápidas, ¿no? Pero la verdad que lo hemos está bien, lo, lo hemos arreglado muy bien y de momento muy contentos de, de cómo va y esperemos que siga así. Es importante también mantener el ritmo de los de cabeza cuando son tramos en seco porque en mojado, pues quieras que no tiene tienes esa ligera ventaja de la atracción a las cuatro ruedas Sí, así es, la gente, bueno, hoy ayer lo estamos diciendo a ver si la lluvia nos respetado o no, yo decía, bueno, digo, a mí me favorece más la lluvia, ¿no? Que, que por mí, que si llueve no hay problema y eso, ahí podemos estar un poquito más cerca de los de, los de la cabeza, pero bueno, que es para todo lo mismo y si llueve en seco estaremos ahí dándolo todo no sé, porque estamos viendo volver los, los coches. Si se, si tenéis conocimiento, si se ha suspendido ya la manga de entrenamiento. Sí, por el tiempo que está tardando y por eso que están los vehículos volviendo los que iban a salir, seguramente se, se anule esta manga de entrenamiento y pasemos ya directamente a la oficial. Ya vemos, bueno, como nosotros vamos a montar casi ya mismo, en cuanto nos confirme que se ha anulado, montaremos las ruedas de, de carrera ya las oficiales y, bueno, eso, a intentar buscar un buen tiempo para el día de hoy. Entiendo que es un fastidio para todos, ¿no? Porque... Es casi que todavía estáis en frío, ¿no? Sí, bueno, hemos, eh, ha sido la primera toma de contacto, ¿no? Y ahora, bueno, esperamos ahí, eh, hemos hecho unos, unos reglajes para ver si vamos un poquito mejor ahora y a ver si ya podemos hacer un buen tiempo, pero bueno, ya salimos un poco ahí a todo nada y a probar. ¿Tu plan es para este 2008, ¿va a ser solo la montaña o tienes por ahí...? Sí, eh, en principio solo la montaña. Tenía pensado hacer la NASCAR europea entera, pero bueno, por falta de presupuesto, no la voy a hacer entera, solo voy a hacer dos carreras, haré una en septiembre en Alemania, pero bueno, si sale algún patrocinador, lo cierto intentar hacer algo más por Europa y el campeonato entero de, de, montaña, ¿Y de montaña. ¿Y rallies? Rallies, alguno al final de año me gustaría, me gustaría, porque tengo el presupuesto tengo, muy justo, pero al final de año me gustaría hacer algún rally del nacional para, para terminar el año bien. Hace dos años, cuando la última vez que estuviste aquí, eh, bueno... Eh, eh, ha cambiado algo la subida Sobre todo lo que se refiere a la, a la jornada del viernes que ¿no? sorprendió ayer la ceremonia de salida de alguna manera? Sí, la verdad que sí Porque no esperaba normalmente Bueno, el año pasado iba a venir a correr a última hora Con el coche, yo corrí en Estepona Que quedamos segundo de nacional Lo vendieron unas semanas antes y no pude venir Y vine a verla nuevamente Como vengo el sábado y domingo a verla El viernes no lo había visto Y ayer la ceremonia de salida Cuando ya la viví de dentro Fue increíble La verdad que la calle estaba que no se cabía Y la verdad que increíble bueno, Hoy tenemos un pasillo y ...una ceremonia muy, muy, muy currada... ...y la verdad que, que me alegro mucho... ...que la felicitar a la organización... ...porque la hizo fantástica. Un baño de multitudes... ...porque me da la impresión que se disfruta... ...tanto desde fuera como desde dentro, ¿no? Sí, así es... ...que dentro de nosotros... ...eso que vamos metiendo en coche... ...vamos vamos ahí como avergonzados... ...diciendo ¿no? tanta <risa> gente aquí... para nosotros somos muy, muy valientes... ...pero ahí ahí nos comen, ahí ¿eh? nos comen la gente... ...la verdad, que contentísimos. Pues bueno, Salvador, pues te dejamos ya... Eh, ...como tú nos comentas, pues... Eh, ...dentro de nada llega la, la manga decisiva... ...y desearle toda la suerte del mundo... ...y que disfrute del fin de semana en Ubriquén... Eh, ...muchas gracias, un saludo afición... ...muchas gracias... ...pues ahí estaban las palabras del piloto malagueño de Benavís... ...bueno, que una buena eh, noticia... ...que va a seguir, como decimos, el campeonato de España... ...ya decimos, va a ser una de las sensaciones sin duda... ...porque es un piloto muy rápido, muy joven... ...muy joven, eso sí... ...y, y que bueno, pues ya ha dado buenas muestras... ...de lo que puede ofrecer... Eh, ...lo dio en Estepona... ...en, eh, bueno, entonces bajo condiciones de lluvia... ...pero en seco también, como decimos... ...es un piloto muy, muy, muy competitivo... ...seguimos con nuestra ronda... ...confirmado ya, por lo tanto... ...que se suspende la manga de entrenamiento... ...la segunda manga de entrenamiento... ...pues eh, era, digamos, lo más lógico... ...son las 5 y 11 minutos de la tarde... ...la salida de la manga de carrera... Estaba prevista para la, ...está prevista para las 5 y cuarto... ...y bueno, pues el retraso que ya eh, llevaba la prueba... Eh, hacía imposible que se pudieran cumplir esos esos horarios Pues eh, Juan Carlos, te vamos a pasar la conexión Para ver si tienes la ocasión, la oportunidad de hablar con algún piloto Pues sí, vamos a eh, conversar eh, Si es posible, vamos a intentarlo con eh, Javi Villa eh, Que está por aquí, vamos a intentar que eh, nos acompañe los visitantes para Radio Week en directo eh no javi que precisamente relajado eh, a la espera no queda otra javi bienvenido buenas tardes hola buenas tardes no queda otra no que, que esperar eh, a lo que además ya se confirma no va a ser eh, definitivamente la, la manga de, de carrera no sí acaban de, de suspender la segunda de entrenamiento y ya ahora vamos a carrera no pues eh, eh javi ya que, que vuelve a nuestra localidad como campeón de, de españa después de haber logrado también la victoria en Cepona, y hemos visto en los entrenos un tiempo de 2.17, eh, si no me equivoco, unas seis décimas de tu mejor tiempo, eh, aquí en Ubrique 2.16.6 del año pasado, así que muy fuerte desde el principio, Javi Bueno, en verdad no tiene nada que ver el, el CM con el E2 la primera de entrenamiento era, era muy relajado, nosotros ah, lo más importante es poder trabajar, contamos subir en ese entrenamiento, pues para seguir avanzando, ir poco a poco y, y bueno, las cosas cambian y ahora mismo salimos directamente a la oficial No sé si había realizado reglaje y los vas a tener que probar directamente eh, en la manga de carrera. Claro, todas las pruebas que, que quieres hacer, los entrenamientos que para eso están, pues en este caso se esfuman y ahora mismo pues a carrera y, y ver un poco tanto adaptación mía como el propio coche. Javi Villas, sin duda, es uno de los grandes alicientes en eh, lo que es la ha subido Ubrique y en todo el campeonato de, de España. Los críos también lo tienen identificados y hemos por aquí un buen número pidiéndole esas firmas. Eh, Javi, ¿cuál es el objetivo para, para este año? Evidentemente, ¿no? Seguir revalidando el, el título y no sé si además otra serie de pruebas. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en pleno desarrollo del, del BR53. Es muy importante rodar, hacer todos los kilómetros posibles, cada manga para nosotros... Es un punto muy importante de, de trabajo. Obviamente los resultados son importantes también, hay que, hay que ir acompañándolos. Los de la Granada España y aparte estamos haciendo pruebas de Camarato Europa. El fin de semana pasado hicimos la primera en Francia, haremos Portugal, haremos el FITO y a ver si vamos a otra tras dos dentro de, del Europeo. Uh -huh. Este fin de semana aquí en nuestra localidad, eh, ¿qué tal está viendo el, el ambiente aquí en Ubriques? Bien, la verdad que hay mucha gente, como siempre, la carretera espectacular y, bueno, una pena el, el trabajo que, que no nos permite, pues, subir a todas las mangas y, y trabajar lo que es a lo que realmente venimos. sobre todo, eh, por este doble motivo, ¿no? Supongo que, evidentemente, no para eh, confirmar los reglajes y para disfrutar también, ¿no?, de, de todo ese ambiente que se respira, ¿no? Claro, al final vienes a, a lo que viene ¿no?, a, a competir, tanto pues por toda la afición que está arriba desde por la mañana viendo la carrera como... ...por nosotros como pilotos... ...poder subir pues... ...hombre, siempre un, un fastidio... ...eh, Javi que... Eh, ...Javi que creo que no... ...eh, no participaste en... ...en lo que fue la caravana de... ...de pilotos de... de del, ...del viernes, de ayer viernes... ...¿qué te parece, es algo complicado para vosotros... ...para la tranquilidad a lo mejor de... ...de esa jornada previa... ...yo lo porque los favoritos al final no participaron... Ay, a mí me parece algo estupendo... ...es una forma de acercar un poco más la carrera al pueblo... ...de, de hacer publicidad... De, ...unas imágenes nuevamente muy bonitas... ...el problema que solemos tener nosotros... ...con este tipo de coches... ...son los embragues... Eh, ...el rodar con ellos... ...tanto la caja de cambios diferencial y embrague... ...tener que estar por el pueblo... ...aguantándonos en primera y moviéndonos... ...nos hace sufrir mucho... ...hay que tener en cuenta que simplemente... ...las seis mangas de carrera... ...y tenemos que abrir un embrague para revisarlo... ...el estar rodando por el pueblo... ...nos hace mucho daño a la mecánica... ...yo por ejemplo el año pasado... ...cuando yo con el CM... se participaba y, y, y lo apoyo como algo muy bueno... Simplemente que hay determinados coches que eh, hacen un poco difícil el poder colaborar y es una pena, pero a veces es lo primero. Así que no es una cuestión de implicación, eh, ni mucho menos, sino bueno, directamente de mecánica de vuestro vehículo. Claro, eh, yo, yo fui uno de los que, de los que apoyó y lo que me gusta un montón, que los coches se puedan acercar más a la gente, el espectáculo que hay para la propia tele, cuando cuando luego se hacen los resúmenes, no pues las imágenes del pueblo, de toda la gente, las luces, es un espectáculo que, que merece la pena y que si hubiera una forma de encontrarlo para todos sería estupendo y si no, de poder seguir manteniéndolo porque dar una aliciente al viernes es muy importante. no Pues eh, Javi, te vamos a dejar aquí eh, a la espera ¿no? de, de que se reanude la competición ya, ya decimos, con la eh, manga de, de carrera que está previsto en principio para las 5 y cuarto, va a ir un poco más, más tarde. Eh, muchísima suerte y si te parece seguiremos hablando a lo largo de, del fin de semana. Imagino que con ese reto de mejorar eh, tu, eh, tu ya de por sí mejor tiempo aquí en, en nuestra localidad con eh, con este nuevo BRC. Hombre, eso esperemos. Mañana y hoy por la tarde veremos el ritmo real, pero poco a poco. Javi, muchas gracias. Gracias. Las palabras, como decimos, del campeón de España en la categoría 1, que bueno pues al igual que el resto de participantes en esta prueba... Pues eh, está la expectativa, eh, relajada porque además no le queda otra, sus mecánico que se están encargando de, bueno, pues eh, ultimar el vehículo que ah, nos comentaba había tenido alguna modificación. Y bueno, pues como decía también José Antonio Aznar, el problema es que los grandes favoritos no van a poder eh, probar en la segunda manga de entrenos lo que son esas modificaciones mecánicas de cara a la carrera definitiva. Así que, tal cual, van a tener que salir dentro de unos minutos en lo que es eh, esta subida ubique. Eh, vamos a hacer, eh, bueno, pues balance de lo que llevamos hasta el momento. Le recordamos a nuestros oyentes cuando son las 5 y 20 de la tarde que se desarrolló de forma eh, normal, sin demasiados incidentes, lo que es la primera prueba de entrenos. La segunda se ha tenido que eh, suspender y, por tanto, ahora mismo, parada la competición eh, para que todos los vehículos se preparen, los pilotos, de cara a lo que va a ser ya la definitiva manga de carrera. Entre tanto, nosotros nos quedamos con eh, pilotos, nos quedamos con eh, más protagonistas, Jesús. Pues, como bien comentas, estamos eh, de nuevo aquí eh, con uno de los protagonistas, en este caso, con Joseba Iraola, dorsal número 2, que, eh, como hemos dicho, es uno de los de las atracciones de la subida, pues por esta eh, espectacular barqueta con la que participa un año más aquí en Ubrique. Joseba, buenas tardes y, no, y bienvenido de nuevo a Ubrique. Vale, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo son esas primeras sensaciones que, con las que estás encontrado en Ubrique teniendo en cuenta...? que está todo el mundo expectante por ver la, la barqueta ya compitiendo, cosa que no pudo ser en Estepona, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucha ilusión y ya sabíamos que no era una subida para esta barqueta, porque bueno, es bacheada, es complicada, pero bueno, por lo menos que fuese bien, sin problemas. De momento hemos cambiado las bujías, porque la primera manga estaba fallando un montón y ahora parece que va mejor, no sé. Estamos también nosotros, encima aquí nos han una manga de entrenamientos, uh -huh. estamos, uff, un poco... Esperando también todo a ver cómo funciona, a ver, la recta no puede acelerar casi, hay muchos baches, no sé, no sé, no sé qué va a pasar. Porque ya en, en Francia, en la primera prueba del, del europeo, también tuviste problema ¿no? Sí, sí. Se mojó en Estepona la centralita y no hubo manera de, de echar a andar en Francia la, la barqueta, la verdad. Una pena. Todavía, digamos que no, eh, en este 2018 no ha podido sacar el, el máximo rendimiento a, a esta montura. No, no, porque la única carrera fue este pone y todos sabemos cómo estaba el tiempo y aquí con el descapotable en agua no no Es muy rígida Las carreteras patinan mucho Y aquí, la verdad que aquí tengo mucha ilusión Pero, uff, ahora después de hacer Entrenamientos, me he venido un poco abajo Ya veremos a ver si recuperamos que Prácticamente se, se vaya a meter en la primera manga De carrera en frío, ¿no? Ya, sí Sin probar nada, sin mirar nada Pero bueno eh, Ante la organización y, y la decisión no Tampoco podemos hacer nada Hay que amoldarse, tirar con todo ahora Y marcar un buen tiempo Es que no, no hay muchas opciones, la verdad Bueno, salvo estas circunstancias que, que estamos comentando eh, ¿Con qué intenciones viene viene vienes Obrique? ¿Intentar eh, pelear de ya de, de tu a tu a Javi? ¿O, o todavía estáis un poquillo lejos? Sí, hombre al final Yo llevo un vehículo que a lo mejor no es tanto para estas subidas así ratoneras Más para Francia como la del Europeo y tal Pero la idea es estar ahí y, Bueno A ver, son unos 100 caballos menos que tengo yo, ¿no? Pero por rigidez y por tal, pues oye yo siempre vengo a ganar. El año pasado te dije lo mismo con el CM, aquel que te, me habían dejado. Uh -huh. Y al final quedamos segundos, o sea que que yo siempre vengo a ganar. Otra cosa es que luego no se pueda, pues habrá que conformarse con, con un podio, pero pero hay que venir a ganar. ¿Se puede pelear el, el campeonato de España? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora estamos teniendo una mala suerte terrible. Al final, ayer se rompió el motor de la furgoneta en Salamanca, viniendo para causa O sea, van, se, todas seguidas nos están tocando. Pero... Yo creo que ahora en el fito tenemos otra barqueta también de, de, con turbo y ya con más caballos y eso y yo, yo creo que yo creo que se puede pelear hasta el final la verdad a, al menos es en lo que coincide la, la prensa especializada con lo que hemos podido hablar eh, lo podríamos hablar ahí en ubique que lo que estaban esperando sobre todo es ese duelo pero que, que estamos están a la espera de, de, de precisamente eso de que tengas eh, el vehículo a punto y de que bueno eh, puedas demostrar realmente eh, lo que puedes hacer con, con esta montura ¿eh? ya la verdad que el año pasado fue súper bien, la final de temporada, pero ahora pues todo problema, se está complicando un montón. Y, y es que no podemos hacer nada porque, o sea, sale de la fábrica, hemos ido el miércoles a por ella a la fábrica, entonces un poco podemos hacer nada. Ahora se pone a llover, tal, es que no no hay algo que digas, bueno, eh, buen tiempo a ruedas todos nuevas, que todavía no hemos coincidido así. Supongo que esta jornada de sábado te la tienes que tomar con un poco más de, no de tranquilidad, pero un poco más de resignación, ¿no? Sí, pero hay muchas cosas que mejorar. Después de la primera de entrenos, uf, uf, Hay más problemas de los que de lo que pensábamos, la verdad. He perdido muchísimo tiempo, no aceleraba el motor. Uf. Ahí el lío, ahí el lío. De nada, Joseba, esperemos que se vayan solucionando los problemas y verte más animado. No, no, no nos gusta sí, verte así. Sí, eh, sí. sí, sí. Lo que pasa es que al final vienes con ilusión y, y ves que no es cosa tuya y joder, te quedas y... ¿Y dónde echas manos? Si es tema de centralita, tema de tal... Cosas que se nos escapan un poco, ¿no? Y bueno... A ver, es que no te puedo decir nada porque hasta que no haga esta manga y vea que... Si ya por lo menos no va bien el motor, mañana nos tiraremos a muerte, sí. sí. Pues nada, esperemos que sea así por el bien del espectáculo, que es la, lo que nos, a nosotros nos gusta, ¿no? Veros ahí y, y sobre todo pues pues satisfecho con, con el trabajo, vamos a ver. Vale. Esperemos que vayan las cosas mejor eh, ahora en esta manga de carrera. Eh, que tenga mejores sensaciones y sobre todo para mañana ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias Muchas gracias sí, Gracias a vosotros Pues ahí estaban las eh, palabras del eh, piloto vasco Bueno, pues en este caso, como decimos algo resignado eh, por, por lo que comenta, esos problemas con, con la barqueta eh, que por cierto es muy similar al que nos comentaba hace ya a, hace ya algún tiempo bueno, en la jornada de hoy el propio piloto hola, hola, ubri, ubriqueño Esteban Gutiérrez que había detectado ese preciso eh, problema de agua de acumulado de eh, Estepona y en este caso él ha podido eh, saber de dónde le venía ese problema cuando bajaba, bueno, le podía haber provocado más eh, complicaciones posteriormente, pero bueno. Eh, ya decimos, eh, en este caso la barjeta pues ha tenido el mismo el mismo eh, inconveniente, la misma la misma avería. Y ya decimos, es una pena, <coughs> perdón, porque uno de los duelos que estamos esperando con expectación, que se espera con expectación aquí en Ubrico, que se esperaba era precisamente eh, entre eh, la, la norma de Joseba Iraola y eh, el BR-53 de Javi Villa, que como saben es la montura con la que eh, corre este año el eh, piloto austriano. ¿Eh? Estamos viendo o eh, comprobando cómo vuelven eh, una serie de vehículos aquí al parque de trabajo, Eh, ...todavía no ha dado comienzo la manga oficial de carreras ...ya llevamos un retraso considerable... Eh, ...aún con la suspensión de la, de la manga de entrenamientos oficiales... ...de la segunda manga, eh, vamos a ver... ...porque eh, este año la verdad que está siendo una, una prueba muy lenta... ...apenas hemos podido eh, saborear nada de, de esta subida... ...porque eh, una manga de, de entrenamientos eh, oficiales... ...tan solo en la que toman esas primeras tomas de contacto... y la mayoría de los pilotos no han podido salir en esta segunda manga. Vamos a ver eh, cómo se da ahora mismo la, la carrera oficial y si estas circunstancias pueden dar pie a que haya algún tipo de, de sorpresa. Pues esperando a que eh, comience la manga ya de carrera, la manga oficial, la carrera número uno del Nacional y, y viendo cómo los eh, pilotos regresan a sus eh, carpas aquí en el Parque de Trabajo, vamos a pasarle la conexión a nuestro compañero Juan Carlos pues eh, nosotros nos encontramos por aquí por la línea de salida eh, justo aquí al lado de eh, bueno, el cementerio municipal evidentemente la salida de nuestra población y estamos viendo como eh, los coches han ido llegando eh, bajando ya eh, desde el tramo eh, y bueno pues eh, todo intentando prepararse ...intentando ultimarse para eh, que de forma inmediata comience la manga de carrera... ...recordemos que se ha tenido que eh, suspender el, lo que ha sido esta manga de, de entrenos... ...vemos como por ejemplo uno de los vehículos está bajando el dorsal número 85, eh, el Citroën... Eh, que, bueno, pues en este caso ha debido tener algún problema, alguna avería, y es uno de los vehículos que ha contribuido a, bueno, que haya diferentes eh, incidencias y que, por tanto, se haya tenido que, eh, bueno, pues eh, suspender, como decimos finalmente, con la acumulación de tiempo lo que ha sido esta manga de eh, entrenos. Eh, así que todo el mundo muy atento. Eh, para las personas que estén repartidas a lo largo del tramo, bueno, pues... Eh, de, la petición de la organización, por supuesto, es que no se muevan de sus lugares, eh, porque por cuestiones de seguridad, evidentemente, hay que mantenerse en esas posiciones. Y bueno, pues pronto, se supone que muy rápidamente, tiene que comenzar ya esta manga de carrera, la manga oficial de carrera de esta jornada. Mañana domingo son dos y una previa de entrenamiento. Nosotros que por aquí vemos a distintos protagonistas, por ejemplo, representantes de... ...el Ayuntamiento de brique del Gobierno Municipal... ...en este caso el delegado municipal, Manuel Ángel Chacón... ...que hemos visto por aquí, justo a la línea de, de salida... ...también está Trinidad Jaén, ¿eh? por ejemplo... ...también entre los representantes del equipo de Gobierno... ...Manuel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, la subida ya eh, en pleno desarrollo... ...veía por aquí como eh, conversamos con Escudería Ubrique... ...con Pedro Carlos... Para, bueno, pues ultimar detalles que al final dependen de la meteorología y ya vemos cómo está el tiempo, ¿no? Efectivamente, compartiendo información meteorológica a ver cuál es la previsión más, más fiable, ¿no? Bueno, la verdad es que es difícil, viendo el comportamiento del de clima difícil que podamos predecir lo que pueda pasar, parece que en cuanto pare el viento va a caer algo más de agua de la que ya está cayendo, ahora mismo acaba de parar otra vez. Y bueno, eh, cruzando lo dedos para que no sea mucho, ¿no? Parece que, que, que decaer sea de mucha importancia, así que eh, crucemos los para que sea así. Porque a, a nivel organizativo, eh, por ejemplo, ¿no? El parque cerrado, ¿no?, de, de vehículos también incluso podría variar porque si llueve, eh, el albero, por ejemplo, de la Plaza de Toros puede ponerse impracticable eh, y, por tanto, el, se tendrían que quedar los vehículos también esta noche en la Plaza de las Palmeras, ¿no? Pero es lo que estáis decidiendo, ¿eh? ¿no? Es esa, sí, los vehículos esta noche hay nuevo parque cerrado en Palmera o, eh, como es tradicional, se hace en Plaza de Toros, que además es como estaba previsto. Parece que con lo que pueda caer, eh, bueno, la Plaza de Toros aguantaría bien porque, de hecho, además se la ha instalado un sistema de drenaje nuevo, de manera que ya en otras ocasiones ha aguantado agua, así que estamos apostando porque que sea en Plaza de Toros. Aguantaremos unos minutos más ver, pero ver, seguramente será en la Plaza de Toros. Mm. Pues la previsión del tiempo metanológica que es, Hablaba incluso de buen tiempo a esta hora, pero es cierto que están cayendo algunas gotas y esto, bueno, pues hace que cunda el nerviosismo un poco. También el caso de los equipos, porque no saben qué neumático poner. Y bueno, pues además de, luz, de deslucir la prueba, evidentemente hay temas logísticos no que puede puede variar. Veremos lo que ocurre. En general, Manuel Ángel, como estás viendo la, la prueba por el momento, ha habido incidencias en la prueba de esta última prueba no de, de entreno, ha tenido que suspenderse. Pero bueno, un poco para eso está también la, la organización, eh, la incidencia, pues eh, nunca se saben cómo y cuánto tiempo puede prolongarse, ¿no? Efectivamente, estamos precisamente aquí junto a dirección de carrera viendo qué se iba a hacer porque tampoco es conveniente alargar los plazos más allá de, de lo que estaba previsto. El máximo era a las siete de la tarde y lo que se ha hecho es eh, en función de las cuatro, los cuatro accidentes, bueno, ha habido tres accidentes y una interrupción, no por un accidente sino porque un vehículo parece que se ha metido en el tramo cuando estaba cortado y había que aplazar otra vez la, la carrera. En definitiva, lo que se ha decidido es parar esta manga de entrenamiento y pasar directamente a la, a la prueba de carrera oficial, con la intención esa de cumplir con los horarios. A nivel logístico, de apoyo por parte del ayuntamiento, eh, no sé si alguna necesidad extraordinaria de estas últimas horas, como marcha todo. Nada, hasta ahora todo dentro de lo previsible, ya son muchas ediciones seguidas, son 23 años en las que se intenta, vamos, por parte de fundamentalmente de la organización, de tenerlo todo previsto. Ayer a última hora nos llamaban porque faltaban algunas piquetas, porque alguien la había quitado del medio no prevista, pero bueno, como fruto de de que, de que alguien ha hecho lo que no debiera. Se la llevaría algún campo, ¿no?, como yo lo digo siempre, pero bueno, es poca cosa para lo que un evento de esta características es que entra dentro de lo anecdótico. La verdad es que... El, el el dispositivo es muy amplio en cuanto a limpieza, seguridad, evidentemente, todo lo que es el montaje y el montaje, como responsable, por ejemplo, de, de limpieza diaria, ¿no? de eh, los casos que hay un dispositivo eh, en ese sentido que eh, se va a poner en marcha, por ejemplo, incluso durante esta tarde-noche, va a haber varias recogidas a lo largo de todo el fin de semana. y ya se instalaron allí contenedores, se han recogido una vez. Igual que los aseos, se eh, prevé, aparte de una vez abierto a mitad de periodo eh, la limpieza, eh, igualmente una vez que se cierre, que cuando vuelvan a abrirse limpio, y la idea es que mañana cuando la gente vuelva a la cunetas a disfrutar de la prueba, se encuentre todo lo más limpio posible y además los contenedores recogidos, para que se vuelva a hacer buen uso de ellos. De esta forma, bueno, eh, lo hemos comentado en muchas oportunidades y en eh, sentido común, la colaboración es fundamental también eh, bueno, de hecho, es lo principal en este caso, ¿no? es fundamental. Y aquí ya lo decía cuando tuve la oportunidad de hablar con vosotros esta semana. Poco que decirle a, al aficionado Dubrique, ¿no? Porque es experto ya en este tipo de pruebas. También es verdad que esto no, esto trasciende a una a lo que es un evento deportivo, me decían a, ante un, un comisario que pocas pruebas deportivas se veían como esta y decíamos que esto va más allá de lo que es una prueba deportiva meramente. Esto no es venir a hacer un día de carrera va La trascendencia es mucho más importante Por lo tanto, la imagen que se proyecta de publicación fuera Es muy importante Y tenemos que cuidarla en todos los aspectos de eh, Cumplir con las recomendaciones de seguridad A cumplir con las recomendaciones Éticas, morales y medioambientales De, de no dejar nada Allí donde hemos ido a un buen rato Por el momento, sin incidencias No en todos los sentidos, que se puede reseñar? ¿no? no, por las propias de la, de la carrera Me decían que, que tres accidentes Uno de ellos Poco más importante con pérdida de, bueno, de, de de líquido del propio vehículo que han hecho que se retrase la, el reinicio de la prueba y por culpa de, de hecho estas de interrupciones fundamentalmente esta última que decía bueno pues tener que, que aplazarla para poder cumplir con el horario que se celebre la banca oficial en todo al público <coughs> las noticias es que nos llegan por ejemplo me lo decían los propios pilotos es que eh, hay un buen número pero además está bien bien situado a lo largo del tramo eso me decían yo no he tenido oportunidad de subir ...tengo amigos, ¿no? Pues yo soy aficionado además... Que, ...que están en los sitios tradicionales... ...pluviómetros y, y otras zonas características... ...me dicen que desde primera hora ya desde mañana a las 10 de la mañana... ...se rifaban los, los sitios por, por, por correr en la mejor posición posible... ...y además en zona segura donde todo el mundo debe permanecer... ...y donde que nadie se arriegue y que esto transcurra de la mejor manera posible. Y la verdad es que en la línea de salida vemos muchísimas personas... ...de todas las edades, personas mayores, niños adultos, eh, que, bueno, pues eh, se van acercando a lo largo de toda la, la tarde y la verdad es que es increíble, ¿no? Eh, hoy, como veíamos, el viento que hacía, eh, que podía echar para atrás para algunas personas, sin embargo, muchísimos aficionados, que esto lo ven ya como un día fijo, una fiesta obligatoria a lo largo del año, ¿no? Esto, esto es un evento, podríamos decir casi casi que es el evento, y ahí, como tú bien dices, público de todas las edades, aficionados, que se van renovando porque el ciclo de la edad Dice que hay gente joven y que además se van acercando a este mundo por primera vez. Y bueno, hay algo que hay que cuidar y apostar por hacerlo de la mejor manera posible para que, es verdad lo que decíamos, no que se generan ciertas molestias. De verdad se cortan la, los accesos al municipio, pero es algo más que unas carreras, como decíamos antes. Esto es un evento que tiene una repercusión muy importante y que hay que cuidar para que se mantenga, al menos como está, cada año un poco de mejor manera. Y ayer lo comprobamos también incluso en... ...la retransmisión vía streaming... ...bueno, y el desarrollo de la propia caravana de, de vehículos... ...con muchísimas personas en la avenida de, de España... ...y también el seguimiento a través de internet... ...y bueno, todavía no me ha pasado los datos de, de internet... ...pero allí la propia avenida... me ...estuve hablando con gente de, de policía municipal... ...fácilmente entre 2 y 3 mil personas podía estar en la avenida... ...o sea que... Eh, ...estaba hablando ahora con algún propietario de un establecimiento... ...y bueno, me decían que, que, que les vino estupendamente... A otra gente que no le gustaba no la, la saturación de, de, de, de pues no poder transitar por la calle pero es lo que decimos eh, es un día que eh, por el que se ha apostado por el que el gobierno de, de municipal de manos de también de, de, de la organización de la escudería quisimos meter la prueba dentro del municipio pues había ciertas quejas no de que se quedaba toda la prueba aquí en la parte esta y hacia afuera y no se podía hacia adentro y bueno la prueba me, me decía gente de patrocinadores que habían venido de fuera que le habían dado ...las tres, las cuatro de la mañana en Urique... ...que, que, que estaba casi zombi... ...porque no, no, no se podía imaginar... ...la repercusión que podían tener... ...y, y la vida del municipio... ...bueno pues eh, lo hemos comentado también... ...incluso otras veces ¿no?... Eh, ...la repercusión económica que esto tiene... Eh, ...la contraprestación... ...por cada euro invertido... Eh, ...hablamos de unos 60 ¿no?... ...que se recoge ¿no?... ...es sí, una cantidad... ...ya yo a Rocío creo que se lo decía el otro día... Yo, ...hice el cálculo para una ponencia que nos invitaron... ...en la Universidad de Cádiz para los cursos de verano... ...nos recapitulamos también datos a través de un muestreo... ...que la escudería había obtenido a través de la Universidad de Oviedo... ...y la verdad que el impacto es tremendo, cada... ...yo recordar que era eso, en torno a cada euro... ...que ponía la Administración... ...reporcudía en 62, 67, no sé decirte de memoria... ...de retorno al municipio... ...se calculó y en torno un año de lluvia... ...que había 10.000 espectadores... El, el reingreso, el impacto económico fueron dos millones y pico de euros o sea que en una época en la que la climatología respete y sea más o menos apetecible podemos imaginarnos que, que el impacto es casi impensable Bueno pues eh, ya decimos, desde luego una carrera que evidentemente para aquellas personas a las que no les guste tiene ese inconveniente además de que se corta la salida y la llegada a nuestra localidad pero desde luego eh, por el bien de toda la, la población Eh, por lo que es la promoción de UBRI, desde luego eh, está más que amortizada, sin duda, social y, y económicamente. Andor antes de finalizar, eh, para mañana, no sé si, eh, autoridades que vayan confirmado a lo mejor representantes a nivel provincial... Estamos pendientes de confirmación. Eh, vendrá alguien de, de diputación seguro. Tengo entendido que una diputada había confirmado ya la, la asistencia, de primera mano. Y seguramente alguna otra autoridad aparecerá. Estamos pendientes de que nos lo confirmen para dar también la información a Guardia Civil y demás, para que siempre tienen que estar enterado de, de primera mano, en cuanto tengamos el dato, pero vamos, seguro, seguro, porque son los primeros que apuestan por, por este tipo de pruebas. Siempre importante, sobre todo, para que van in situ, ¿no?, como en otras ocasiones, lo que es la prueba, y así es más fácil también cuando hay que solicitar subvenciones y demás. Claro, bueno, siempre es importante, porque por muy bien que uno intente explicarlo, vivirlo, no tiene nada que ver. Pues Manuel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado. El Teniente de la Alcaldesa, delegada Municipal de diferentes áreas, ...que está disfrutando también eh, como responsable municipal... ...y como asfixiado, ¿no?, aquí del automovilismo... ...desde la línea de salida. Así es, la verdad que es un día... ...que yo no tengo especialmente señalado en el calendario... ...bueno, no se divide de otra manera... Pues ...hay que eh, sacrificar lo mejor, está un poco más en la cuneta... ...y está en otros menesteres, pero bueno... ...de, de, cual, de todas las maneras ya he pasado dos distintas etapas... ...desde la organización, he oficial también de la, de la Federación Española... Ahora me toca en este apartado y la verdad es que que se disfruta muchísimo, de todas maneras. Con lo bueno, dicho, a disfrutar y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Palabra, como decimos, de Manuel Ángel Chacón, responsable municipal que se encuentra aquí en la línea de, de salida, junto a Trinidad Jaén, por ejemplo, eh, y bueno, pues eh, todo eh, a despensa de que se vuelva a reanudar la, la carrera. Vamos a intentar hablar un momentito con Paco eh, Galán. Parece que se reanuda la, la competición, ¿no? Sí, queremos sacar la caravana a menos diez, menos cinco. De acuerdo, pues simplemente eso como eh, dato oficial, como decimos, del director de, de carrera. Ahí lo tienen el, el dato y, bueno, pues vemos cómo eh, muchos de los pilotos incluso se acercan por aquí. veíamos a Javi Villa eh, junto a otra serie de, de pilotos acercándose hasta la línea de salida. Imaginamos para, para conocer también eso que comentamos, cuando eh, se va a poner en marcha esta vanga eh, definitiva de carreras. Jesús, no sé si eh, por ahí con eh, protagonistas. Pues eh, lo estamos intentando, lo estamos. Eh en el centro de la eh, de, de lo que es la Avenida Sebastián Macías, Macías El Pato, intentando pues eh, recabar las impresiones de algunos de los pilotos que eh, en este caso eh, vienen, eh, son al, son los que han podido eh, competir en esta segunda manga de, de entrenamientos, pero eh, nos referimos en concreto a, a varios ubriqueños pero lo estamos viendo por aquí pues con, con algunos problemas mecánicos y eh, muy enfrascado digamos en lo que es eh, la reparación de los vehículos y vamos a ver si y pues eh, entre tanto trabajo tienen un hueco para, para nosotros o tendremos que esperar porque obviamente eh, no vamos a interrumpir teniendo tan cerca pues eh, la salida de la manga eh, de, de carrera ahora por ejemplo eh, aquí estamos viendo cómo ...la organiza, en este caso la grúa... ...está soltando lo que es el... ...el Open Corsa de Adrián García... ...el piloto briqueño, ...que bueno, ha tenido ese problema... ...en la primera manga de entrenamientos oficiales... Eh, ...no ha podido finalizar esa manga... ...y en la, a, en la segunda pues... Eh, ...no ha podido tomar la salida... ...porque claro, se ha quedado... ...en una zona intermedia del tramo... ...sin que la grúa lo pudiera... Eh, ...traer a esta zona de asistencia... ...a este parque de, de trabajo... ...intentaremos eh, pues conocer qué es lo que le ha pasado en este caso... Al, ...al joven piloto briqueño que debutaba este este año... ...y vamos a ver si en este caso tenemos la ocasión de poder eh, hablar eh, con él un, un minuto... Eh, ...para eh, poder saber exactamente qué es lo que eh, le ha ocurrido... ...pues parece que no vamos a poder, así que lo vamos eh, a dejar en este caso... Para, para otra ocasión, si es posible, lo que está claro es que ya no va a poder eh, tomar la salida en lo que eh, va a ser la tercera manga de carrera, o en este caso la tercera manga, eh, primera carrera de la jornada de hoy, sin que esa segunda se haya podido, en este caso, eh, disputar por parte de todos los, eh, los pilotos. Eh, en este caso estamos eh, por aquí y eh, viendo el, el, los eh, pi, el piloto briqueño eh, Frank Calvillo que está ahí y intentando reparar, parece que es un problema de, de motor eh, están ayudándolo pues eh, varios amigos, familiares y, y gente relacionada pues con el mundo de, de la mecánica y bueno pues no sabemos si va a poder tomar la salida ahora mismo pues no podemos tampoco acceder al piloto briqueño para conocer exactamente cuál es el, el problema que eh, tiene en su vehículo. Por ejemplo, tenemos aquí intentando echándole una mano a Miguel Blanco, otro piloto briqueño que este año, como ya eh, pudimos comprobar en la jornada de ayer, pues no va no va a participar en la prueba, pues eh, no está como decimos eh, en faenas de eh, conducción, pero sí intentando dar asistencia a, a, a lo que eh, son los otros pilotos ubicados intentando ayudar para que pueda tomar eh, la salida eh, en este caso pues vamos a seguir por aquí intentando eh, encontrar a, a algún piloto para ver cómo se presenta esa manga <coughs> esa definitiva manga de carrera de la jornada de, eh, de, hoy, eh, de hoy sábado insistimos es la primera ...de las eh, tres mangas de carrera del el, que es el formato que tiene el eh, campeonato de España. ya vamos a aprovechar también para confirmar los eh, pilotos que por avería mecánica... ...todos ellos no han podido finalizar esa manga eh, segunda manga de entrenamientos... ...y que seguramente muchos de los parones que se han registrado... Eh, ...han sido consecuencia precisamente de esa avería. Pues entre ellos están... ...el piloto ubriqueño... ...Antonio Luis Rodríguez... con ...consulancia de integrales... ...el también ubriqueño Sergio Álvarez... ...Vorquez, como comentábamos antes... ...Juan Manuel ben Beltrán Espinosa... ...con Renault Clio Sport... ...José Carlos García Moreno... ...con SEA 124 especial... Francisco Javier Guzmán Arana... ...Cruppoyo 205... ...y Juan José Carrasco González... ...el también ubriqueño... ...con Renault Clio de 16 válvulas... ...esos son los vehículos que ya decimos... ...que en este caso... No han podido finalizar, han tomado la salida y no han podido finalizar esta manga de entrenamientos. Han tenido mejor que otros muchos que ni siquiera han podido tomar la salida. Nos confirmaba el director de carrera hace un instante, Paco Galán, que en torno a las seis menos diez va a tomar la salida, la manga de carrera, se va, va a iniciar la manga de carrera, así que estamos eh, a escasos cinco minutos de que de comienzo la última de las mangas de la jornada ...de hoy y sábado... ...pues eh, insistimos... ...vamos a intentar seguir buscando... Eh, ...por aquí protagonistas... ...para poder conversar con ellos... ...mientras tanto... Eh, ...Juan Carlos, te pasamos la conexión... ...todo por dientes... ...comitivo a dientes... ...para ...eh, sí Jesús... ...vamos a retomar la... ...eh, conexión... ...eh, cuando veíamos por cierto... ...una, una imagen de... ...eh, bueno pues el accidente que ha tenido... ...eh, Francisco Javier Guzmán... en eh, la salida que ha tenido... Se ha golpeado de, de frente con una piedra... ...afortunadamente parece que no... ...sin incidencias para el propio piloto ubriqueño... ...eh, pero bueno pues... ...eh, ubriqueño no... ...en este caso bueno, de, de escudería locales por... ...eh, un pello 205 como decimos... ...de Francisco Javier Guzmán... ...eh, que además, eh, bueno pues... Eh, ...es el, en este caso... ...uno de los representantes más destacados... ...en el campeonato andaluz... ...que como decimos ha tenido esa incidencia... ...y que, bueno, pues ha tenido un golpe, un golpe bastante fuerte... ...en la parte eh, frontal del vehículo... ...lo estamos comentando por aquí, por cierto, con Antonio Pérez... Eh, ...que este año, bueno, pues... ...nos decía, ¿no?, se va a querido tomar con más tranquilidad... ...lubriqueño, que lleva el coche el, eh, 0-0... ...Antonio, buenas tardes... ...buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues un año más en la subida... Eh, ...de una manera o de otra, pero, desde luego... Eh, ...no te gusta perderte lo que es esta cita, ¿no? Nada, nada, aquí estamos colaborando, aunque sea de doble cero disfrutando un poco del ambiente disfrutando del buen coche que nos ha dado mercedes y ya está, que el tiempo acompañe y que no nos mojemos. la verdad es que eh, cada vez con más añadido no con más ingredientes en la subida digo eh, por por ejemplo esa caravana de vehículos mercedes que es espectacular la caravana de vehículos participantes etcétera no nos vamos nos vamos nos reclama <risa> pero bueno, pues eh, la palabra que como han podido comprobar en la eh, señal más inequívoca de que esto se pone en marcha cuando, por cierto, de nuevo está lloviendo, eh, no es que esté cayendo con demasiada intensidad, pero, bueno, pues unos buenos goterones eh, que no está llegando a eh, crear tampoco una capa eh, bueno, demasiado notable en, la, en el asfaltado, eh, no se nota mojado apenas. Eh, ...pero bueno, eh, en cualquier caso sí que... Eh, ...está cayendo, eh, amagando... ...y más que nada crear la incertidumbre a los pilotos... ...y también, por supuesto, a los propios aficionados... ...que se dan cita por aquí... Eh, ...saber si esto se va a convertir en un chaparrón... ...importante eh, o no... ...ya decimos ahora mismo, de nuevo cayendo algunas gotas... ...de lluvia, cuando... ...veíamos como Antonio Pérez... ...ha tenido que marcharse hacia ese coche... ...el doble cero el eh, patrocinador Cadimar que abre la caravana de vehículos eh, y por tanto, bueno, pues esto significa que eh, ojo a todos esos aficionados que están contemplando la prueba y es que se va a reanudar la competición y además entramos en lo verdaderamente importante, entramos en la manga de carrera, que en principio estaba prevista para las cinco y cuarto de la tarde, pero la verdad es que ha acumulado bastante retraso, son ahora mismo las seis menos 10 así que Eh, bueno, pues más de media hora de retraso sobre lo inicialmente previsto. De hecho, se eh, comentaba que se iba a reanudar la carretera al tráfico en principio, o sea, la intención, a las 7 de la tarde, pero veremos eh, cómo se desarrolla esta manga de carrera, porque, eh, desde luego, eh, bueno, pues ya se, se va con cierto retraso. Hemos visto, por cierto, además, cómo eh, se ha eh, reabierto... ...bueno, un paréntesis simplemente... Eh, ...la carretera para que puedan pasar... Eh, ...por ejemplo, autobuses... Eh, ...y algún vehículo más... ...que tuviera esa autorización... ...y ahora mismo lo que vemos es al eh, Mercedes... Eh, ...coche doble cero... ...que como decíamos... ...lleva el ubriqueño Antonio Pérez... ...y que eh, va a suponer... Eh, ...bueno pues... Eh, ...el arranque de la prueba... ...para dar paso en definitiva en unos instantes a los eh, competidores. Eh, Jesús, no sé si por ahí con protagonistas. Pues eh, estamos en ello, estamos en ello. Hay mucha tranquilidad, se respira aquí en el parque de, de trabajo... ...entre eh, los pilotos que están esperando pues eh, impacientemente ya... ...a que arranque la manga de carrera. Eh, recordemos que con la suspensión de la segunda manga de entrenamientos... ...con solo esa primera toma de contacto... Eh, mientras más tiempo pase Pues es más frío Se van a encontrar los pilotos A la hora de eh, comenzar la carrera ¿verdad? Que eh, lleva ya un retraso considerable en eh, La prueba Y vamos a ver si es posible Ya que eche a andar la misma Y, y que en este caso Podamos seguir eh, las, El desarrollo de, de la carrera eh, Que se agilice ¿no? Porque esto siempre ...viene bien tanto para los, eh, los pilotos... ...que en este sentido pues no se enfrían como decimos... ...como para eh, en este caso los aficionados... Eh, ...muchos de ellos pues están esperando el paso de los vehículos... ...la verdad que ha, ha, ha pasado ya mucho tiempo... ...de eh, esa última vez... ...que tuvimos la ocasión de tener... ...a los eh, pilotos... Eh, en, ...en el tramo en, en carrera... ...vosotros eh, mientras tanto... Vamos a pasar unos minutos eh, la conexión a nuestros estudios mientras que vamos retomando eh, posiciones y eh, enfocando ya lo que va a ser la carrera definitiva, donde va a tener lugar lo decisivo, la primera carrera esta oficial de esta vigésima tercera edición de la subida Ibrique Benocaz, segunda prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña. Así que Efrante, pasamos la conexión tercera subida rique campeonato nacional y andaluz de montaña los días 20 21 y 22 disfruta del espectáculo del automovilismo radio bri con la vigésimo tercera subida bueno pues jesús parece ser que no abandonamos en eh, la línea de salida porque sí que nuestro compañero juan carlos panal parece ser que tiene protagonistas adelante eh, vamos sea el eh quedarnos, la verdad es que el retorno del sonido no es demasiado bueno eh, y por eso que a veces es complicado eh, llevar el desarrollo de esta retransmisión, pero bueno eh, más o menos nos vamos habituando y lo dicho, vamos al grano a lo que es el desarrollo de, de la prueba recordamos que está a punto de iniciarse la manga de carreras este sábado la verdad es que se ha ido acumulando por diversas incidencias, eh, retrasos que han tenido que suspender, por tanto han obligado a suspender la manga de entrenos a segunda manga, vamos a eh, comentar eh, algunos aspectos, como decimos, de cómo se está marchando esta eh, jornada del sábado con el propio presidente de Escudería Ubrí, y además coordinador de, de la prueba, Pedro Carlos García, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un día, eh, la verdad es que cada año, eh, si no es en un momento en otro, y bueno, eh, de todas formas todo una un obstáculo o una prueba que se somete también a la escudería organizadora el tema de la incidencia, ¿no? Que se van sumando y bueno, esto del es automovilismo y lo más lógico o lo más probable es que esto pase. ¿no? Claro, eh, esto es un, un incidente me meteorológico que tenemos desde ayer un fuertísimo viento. Pero bueno, es lo que es lo que tenemos y hay que afectarlo. Hay que tener los medios propios para poderlo sol solucionar. Pero pues, no sé si podrían escuchar a Pedro Carlos. <risas> que le costaba también hablar y, y, y sin poder escucharse casi, ese era el ruido del motor del coche cero, que, bueno, pues abre ya, por tanto, la, la competición. Decíamos, Pedro, que, bueno, pues se han sumado diversas incidencias, eh, entre ellas, por ejemplo, uno de los pilotos que se ha llevado un buen golpe en el frontal del el vehículo, en concreto, el dorsal eh, número eh, 62, eh, Francisco Javier Bien. Guzmán, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un golpe bastante fuerte y ha habido tres pequeños golpes anteriores de menor de menor mmm, impacto, pero vaya, también han, nos han hecho junto con otro pequeño incidente que ha habido pero eso nos ha hecho retrasar un poco la, el tiempo y hemos optado, optado, concretamente el director de carrera ha optado por, eh, por suspender la manga porque si no iba a ser muy, muy complicado, de, de, íbamos a estar aquí mucho tiempo. Entonces se ha suspendido y, y, y ya estamos en la, en la siguiente. Lo cierto es que estamos viendo ya al primero de los vehículos, en concreto estamos viendo a Antonio Luis Rodríguez, el eh, Lubriqueño, que está a punto de tomar la salida. Ojo, por tanto, porque esto ya es eh, manga de carrera y se van a jugar los tiempos y lo que es la competición en esta jornada. Eh, Pedro, que por eh, el, la incidencia decíamos que se han sumado. La verdad es que ha sido mala suerte porque ha venido una tras otra Y bueno en esos casos hay que tomar una decisión importante que no gustaba desde luego de, de, a algunos pilotos a los favoritos porque decían que no podían comprobar los reglajes pero bueno eh, hace me imagino que no que es mejor parar a tiempo que no eh, después que haya problemas en la manga de carrera ¿eh? efectivamente es que ahí hay, hay de, determinadas de, decisiones que no le pueden gustar a todo el mundo Pero, claro, está, esto no puede durar aquí hasta simiente de rámano. Tiene que durar lo que tiene que durar y no más. Y si esto pues, se suspende cinco minutos arriba abajo es asumible, pero ya esa cantidad de tiempo eh, ya era complicado. Y, y el director de carrera tiene la facultad de poder eh, optar si ve que sus tiempos no se están cumpliendo. Y eso es lo que ha hecho. Yo particularmente eh, yo no he tenido nada que ver Yo llegado ya, pues ya estaba suspendida, pero me ha parecido bien, pues yo lo vi desde el principio, que era posible hacerlo y ¿por qué no? Además, hiciste experiencia ya de otros años. El año pasado recordamos también que el sábado fue bastante accidentado por diversos motivos y, y, bueno, pues al final hay que tomar este tipo de decisiones. Lo importante, como decíamos, es que se desarrolle íntegramente, ¿no?, la, la manga de carrera que va a comenzar ahora. ¿eh? Efectivamente, esa es la manga importante, la que puntúa y, bueno, y es la que, la que cuenta, ¿no?, la otra en una manga de entrenamiento y si se suspende, pues no pasa nada del otro mundo, y porque no tiene ninguna valoración. Pero bueno, la, la cuestión es esta y, y, y en fin, en definitiva, ahora a ver transcurrir, que espero que, que vaya todo del tirón y que vaya de la mejor manera posible. Pero a nivel organizativo, eh, ¿algún problema, alguna cuestión que haya que reseñar? Al margen de, de esto, no sé si el viento está provocando mucho, mucho. muchos problemas con el tema de pintado, de vallas. El viento ha sido el, el viento ha sido un, un factor muy muy muy complicado en esta en esta edición. Pero muy de, de, te lo digo peor que la lluvia. El año pasado ya hablamos del viento, este año todavía todavía peor, ¿no? Todavía peor. Anoche hubo un pequeño vendaval aquí. ...de viento muy fuerte... ...tiró una torreta de, de... ...de arco... ...se ha roto toda la... ...en fin, desastre, ...y ha habido que recomponerlo todo de nuevo... y sí que sobre la marcha por tanto... ...se ha tenido que, que actuar... ...pero bueno, como podemos comprobar... ...todo ha podido ponerse en marcha sin problema ¿no? Efectivamente, eso hemos, hemos vuelto a... ...a hacerlo de nuevo... ...hemos tenido que gastar el doble de... ...de, plasti, de plástico que... ...que la vez anterior... O sea, que cualquier otra edición, porque ha habido que recomponer prácticamente todo, y sobre todo en la parte de arriba, en la meta, ahí no ha quedado nada. Y bueno, pero bueno, esto es algo que no sabíamos, la, la incertidumbre del tiempo ha sido muy... desde hasta ahora mismo, todavía no sabemos, por la climatología, que está muy complicada ahora en estos momentos, y bueno, tendremos que aceptar lo que hay. Y bueno, pues, eh, como decimos, es lo que toca, y Escudería Público además que tiene experiencia para eh, solventar esa serie de, de incidencias. En cuanto al público, eh, nada que reseñar por el momento, esperemos que sea así, por supuesto. No, que yo tenga entendido nada nada significativo, no ha habido nada ninguna cosa. Pero sí que habría que pedir colaboración eh, colaboración también, digo, con lo que es el propio pintado y el vallado, eh, porque... Bueno, eh, para que tengáis la menor tarea posible está esta madrugada, ¿no? Porque vaya a tener que poner otra vez mano a la obra. ¿eh? Esta madrugada seguro, seguro que hay que volver a ponerse mano a la obra y volver a enfrentar todo y volver a preparar todo porque va a ser complicado. Bueno, Pedro, pues... Ahora sí, vamos a despedir a Pedro Carlos García. La verdad es que con los motores de fondo es complicado. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. Hasta pronto. Seguiremos hablando en cualquier caso. Eh, y bueno, pues como decimos aquí, la prueba evidente de que se ha puesto en marcha la competición. Vamos a, eh, por cierto, eh, acercarnos unos metros hasta la línea de... Vamos sí. a eh, un momento con la responsable de el dispositivo sanitario, con Rocío Lobato porque con hemos conversado en otras ediciones eh, porque repita además como eh, máxima responsable en este ámbito socio pues, que te hemos visto por aquí vamos a aprovechar si te parece para eh, comentar eh, si ha habido incidencias eh, en este sentido a lo largo de, de esta jornada lo que llevamos Bueno, sí, eh, eh, lo que llamo de, de jornada que, que ha sido bastante accidentada en, en temas no médicos, sí ha habido un par de, de salidas, una de un piloto que ha, ha tenido una colisión en frontal porque se le ha ido eh, los frenos en el puesto 22 y, y en principio no ha sido nada grave, ha sido una contusión en rodilla y en en tobillo, y ha sido trasladado para valoración eh, al hospital de, de Villamartín eh, en estos momentos, supongo que ya habrá llegado ahí... ...y una y una crisis de ansiedad poco después de este primer piloto, nada más que... Eh, ¿Te refieres ese otro incidente de alguien del público? Efectivamente, ha sido una, una persona del público... Mm -hmm. Bueno, pues eh, eso, como decimos, por un lado, por el público. En cuanto a los pilotos, por tanto, eh, esa incidencia que, si no me equivoco, corresponde al dorsal número 62, Francisco Javier Guzmán, eh, quien es quien tenía ese choque afrontado. Además, veíamos imágenes de, eh, del golpe bastante fuerte eh, y, bueno, de hecho, bueno pues tenía que acudir la ambulancia y realizar este traslado, ¿no? Sí, así es. El dorsal 62 el que ha tenido el, el incidente y ha sido trasladado en la ambulancia convencional la, al hospital de Villamartín. Sí. En cualquier caso, más que nada por precaución, ¿no? Sí, efectivamente, porque necesitaba sutura en, en la rodilla. Sí. Bueno, pues eh, todo ello en una jornada del sábado, que es verdad que con un buen número de incidencia en cuanto a salidas de, de pilotos, eh, pero por el momento, lo que respecta al público, esa mínima incidencia que nos comentaban nosotros, y si además tiene que ver esa crisis de ansiedad con algún familiar, no sabemos, es ¿eh? una hipótesis de, de algún piloto que hubiera visto que tuviera algún problema, o bueno, por cualquier otro motivo, eh, lo cierto es que, bueno, pues se le tenía que atender en ese sentido, no ha habido muchas más incidencia en incidencias eh, con respecto al público, ¿no? Nada, ninguna otra incidencia y la incidencia del público ha sido totalmente ajena a la a, a, a circunstancia de la, de la carrera. De acuerdo. Eh, pues sí, aprovechamos para hablar del dispositivo sanitario. Eh, se vuelve a repetir con un, dis un dispositivo bastante amplio, con ambulancias convencionales y también con UBI móviles, ¿no? Efectivamente, yo, yo aquí eh, como jefe oficial médico tenemos dos UBI móviles. Eh, ...completamente dotadas ...dos com ambulancias convencionales... ...y además de eso contamos con el coche de rescate... ...un coche nuevo que trae la Federación eh, Andaluza de, de Automovilismo... ...que está completamente dotada de material de sanitario... ...y material de descarcelación. Sí. Eh, los medios están... ...esperemos que con poco trabajo, ¿no? Esperemos que con ningún trabajo... ...que disfrute el público... ...y disfrutemos todo de, de estar subida a Urique. Porque Rocío, como decíamos... No sé cuántos años llevarás eh, viviendo aquí a, a Ubrique. Desde luego, por ejemplo, el pasado año eh, también estaba por aquí como más y más responsable ¿no? de, eh, del dispositivo médico. Yo ya ni me acuerdo de cuándo son los años que llevo viviendo a, a Ubrique. Tuve un parón cuando cuando nació mi hijo, pero llevo ya muchísimos años viviendo aquí a Ubrique y espero continuar viniendo. ¿Cuántas, cuántas personas, por cierto? Hablamos de los recursos eh, materiales de los equipos. ¿Cuántas personas participan? En el, el dispositivo sanitario somos eh, cuatro técnicos, dos, eh, perdón, eh, dos, dos enfermeros y tres médicos. Además, creo, creo que está por encima de lo que además requiere la, la federación, o sea que eh, con un dispositivo bastante importante, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, la federación exige que haya una UBI móvil, y una ambulancia convencional, y aquí se duplica eh, este dispositivo sanitario. Hay una Ovi móvil más y una y una convencional, una, una red de transporte, un, un ente más de lo que de lo que se solicita. Pues por tanto, como decimos, desde luego los medios están ahí. Ojalá que, como comentaba Rocío, que no haya que actuar en ningún momento, eso sería lo, lo verdaderamente positivo. Y por si acaso, desde luego, ellos están aquí preparados, junto a la línea de, de salida en este centro que reúne a los distintos cuerpos de, de seguridad y, y sanitario. Bueno, Rocío, pues eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y, si te parece, haremos balance también mañana. Ojalá que, de nuevo insistiendo en que pocas o ninguna incidencia. Esperemos que mañana no haya que añadir nada más. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Rocío Lobato, eh, responsable, como decimos, de el dispositivo eh, sanitario. ...aquí en la eh, subida Úbrica... Eh, ...nosotros queremos estar... ...y como decimos... ...en lo que... Eh, ...bueno pues es esta línea de, de salida... Eh, ...vamos a... Eh, ...hacer una parada en principio... ...si no vamos a decir lo contrario desde... Eh, ...allí desde los estudios...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 Bueno, pues ya ha metido se dinero nuestra primera manga de carrera oficial, Jesús Domínguez, que creo que tiene información, novedades y, y protagonistas, ¿no, Jesús? Pues sí, como bien dices, Fran, estamos por aquí, por la zona del parque de trabajo, eh, intentando recabar las impresiones de los pilotos subriqueños, y en este caso estamos con Juan Manuel Chacón, que eh, de nuevo parece que la suerte le ha sido esquiva en, en una subida. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido, hombre? Eh, allí en el paseo estaba dando problemas... El, ...el embrague y no embragaba bien... ...y estábamos asustados que fuera del cambio... ...pero en principio el cambio estaba bien... ...hemos... Eh, ...nos quedamos allá revisando todo el coche de nuevo... ...y eh, en principio iba bien... ...un censo de la mariposa también estaba dando ruido... ...que la primera hemos salido... ...pero no hemos quedado la curva de las pitas... ...porque ha sido la casualidad... ...que hemos comprado un censo nuevo... ...y no queríamos comprar pirata nada, ...lo hemos comprado original... para que, pa que no hubiera nada pero ha dado la casualidad que, que nos ha tocado a nosotros ver malos. Nos vamos a mandar la garantía y, y, aparte, hemos estado corriendo, que hemos subido la segunda con un censo que tenía antiguo. ¿Eh? Que hemos subido y ha costado trabajo porque el coche va muy bien, pero el cambio me está asustando porque no quiero forzar la caja de cambio porque cuesta bastante dinero y prefiero curarme en salud. Quiero sacarlo ahora del parque de, de trabajo, llevarlo a mi garaje y... ...y desmontarlo a ver que me encuentro... ...si se puede arreglar tenemos mañana... ...si no se puede arreglar pues hasta el año que viene... ...bueno que en principio más que nada es por, por precaución ¿no?... ...por lo que no vas a sí, tomar sí, la, y, la salida... ...si ahora, ahora mismo anda, yo me lo voy a a mi garaje andando... ...y todo, en principio no que, quería coger... ...y llevarme el coche al garaje y dejarlo encerrado y no salir mañana... ...pero mi tío y mi, mi primo y otros amigos... Me han convencido para que por lo menos sepamos qué puede haber dentro de, si es del embrague, si es del plato de presión de lo que sea. Entonces, ganas no hay porque llevamos todo, muchas noches acostándonos hasta las tantas, pero ya por ello y por la vez si podemos salir mañana y aunque sea terminar el domingo. Quiero quitarle el número 93 maldito que nos tocó el año pasado y quiero quitarle la maldición. Eh, Juan, por lo tanto ten, entiendo que os quedan ahora horas de trabajo, ¿no? Muchas horas. Ahora vamos a llevarlo al, al garaje, vamos a, tran, a comer tranquilo, no hemos comido todavía. Vamos a, a, a comer tranquilo y ya empezar a desmontar todo a ver que nos encontramos. pero Esperemos que no sea nada grave porque si un piñón o algo de, del cambio, pues ya sería una cosa más seria la decisión más vista desde fuera es la, es la decisión más sensata sobre todo teniendo en cuenta pues los, los presupuestos que, que, que manejamos ¿no? a, a estos niveles eh, y bueno una, una decisión acertada con vistas a, a, a, al futuro no porque claro, claro te puedes tener la acojonada de decir pues ahora salgo pero eso te puede significar el ya no puedo correr en todo el año ¿no? el año pasado nos pasó algo para decir no con el cambio lo ¿no? tuvimos no iba bien el coche y el domingo la primera ¡Pla! ¡Ceporrazo! Este coche ha terminado un jueves a las 3 de la mañana, desde un año. Primero que eh, al principio dijimos que íbamos a desconectar de él, desconectamos un tiempo, empezamos a desmontar y ya por falta de dinero, o eh, tardamos más, empezamos el coche en enero a desmontarlo, a, a desmontarlo, no, ya empezó a montar y había que mandar piezas a pintar y demás. ¿Y hasta ayer no, no, no había dado problemas? Hasta, hemos llevado, lo hemos llevado a un banco de potencia en Sevilla y en el banco de potencia lo hemos podido tirar unas 40 veces y el COSE como un misil y, y el que me el COSE eh, que ha trabajado conmigo la electrónica y demás todo perfecto pero ha sido el fallo que hemos tenido y nada, vamos a intentar arreglarlo ya no por mí, sino por todos que me están quieren ayudar Toda la gente que tiene que tienes alrededor, no solo amigos y colaboradores, patrocinadores y, y todo lo que lo, los que contribuyen a que puedas tomar la, la salida, ¿no? Sí, ahora mismo la decisión creo que la más acertada y esperemos no encontrarnos un chasco de la que cambio que esté tocada, que sea un embrague o que sea la masa, que sea un coinete, que sea algo sencillo, simple de económico. Si es poca cosa, mañana estás en la salida, ¿no? Mañana estamos en la salida, llueve, llueva, haga lo que haga. Oye, que una pena, porque lo que tú comentas, el año pasado también llevaba el 93. Sí, el mismo número. Lo que pasa con él. Tenía, tenía ganas, no tenía ganas. Quería que fuera otra vez este año el 93. Ya ha un 93. Así que ya, por cojones, ese cose tiene que terminar bien. Pero eso te digo, que ya... Uh, no, ya por coraje, de ese número. Hay que romper la maldición y, y que sea mañana, ¿no? Que sea mañana. Oye, que qué, ¿qué ambiente más...? Eh... Yo qué sé cómo decirlo, qué bonito, ¿no?, el ambiente que hay aquí este año con con tanta gente. ¿eh? Hay muchísima gente. En este parque, aquí siempre, no sé si es que les quiere poner mucha gente, pero todos los buriqueños queremos estar aquí reunidos porque, toma, dame, eh, eh, a Adi Recio le faltaba una correa, yo la tengo. ¿Por qué no se la voy a dejar? A él, es mi compañero, no tenemos rivalidad. A Cada un hombre, está claro que hay que correr uno más y otro menos, pero... Y sí, por qué vi hace la puñeta a él para que no salga, que salga él también. Lo que vemos sobre todo es eso, muchos muchos amigos por aquí, ¿eh? En la carrera, mmm, yo creo que han de ser más amigos, ni de fiesta ni en ningún lado, creo que en la carrera. Porque he conocido a, a tantísima gente que me ha ayudado y yo intento ayudar, que creo que es lo que nos llevamos. Si veo por ejemplo alrededor eh, seis personas son los que están siguiendo a ti? Sí. Ahora mismo son todos ellos los que están los que están apoyándome para para que mañana salga, que siempre que no sea lo grave. Y ellos son los que me han dicho que no, que el coche tiene que salir mañana, a no ser que sea una cosa grave. Me va a permitir que, a ver si puedo hablar con, a, con alguno de ellos, por ejemplo... Eh, buena, ¿cuál es tu nombre? Andrés Lobato. Andrés, eh, el primo de Juan. Primo de Juan, que, por insistencia vuestra, ¿no? Porque... Sí, hoy, ya que hemos dado el fin de semana, hoy... Se, se desmontará todo y hay que darlo todo hasta el final, cuidando la mecánica y todo, pero es más que nada, él ve a la hora de correr, ve todo el esfuerzo, el dinero y nosotros lo comprendemos, pero vamos a, a insistirle un poquito, a ver la cosa, si va bien, si es sencillo, se podrá reparar y nada, y con suerte mañana estaremos aquí otra vez. Que han sido, me comentaba, muchas horas de trabajo en estos últimos días y sí, bueno, y parece que, que, que hoy va a seguir igual. La verdad que han sido, sobre todo ellos, más que nada, yo soy por ahí estudiando, y pero sí, ha sido mucho esfuerzo, horas de trabajo, todo. Eso hay que recompensarlo. ¿Ustedes que eh, recom qué, qué es lo que os recompensa de estar todo el fin de semana? Eh, no solo el fin de semana, sino las semanas anteriores, aquí con, en este caso con tu primo, soy soy un equipo de amigos, eh, ninguno profesional, digamos, de, de esto, y estáis dando apoyo a... A Juan Manuel, ¿no? Solo, nada más que por verlo correr, las ganas de que él tiene de correr y todo, merece la pena. Con verlo subir y a meta y todo correcto bien, lo pasamos nosotros bien estando aquí con él. La impresión que tenía ustedes más ganas que él, ¿eh? La verdad que sí. Ha sido para ti sensata la, la decisión, ¿no? Sí, acertado, la verdad. La mejor de todas. Y ya, pues nada, a ver si hay suerte y todo correcto. esperemos esperemos, esperemos. que sea poca cosa y que, bueno, que podáis dormir por, sí. por, por ejemplo. No, ya dormí hoy el lo de menos. Ya con que mañana salga él, uh -huh. mira. Pues nada, Andrés, que muchas gracias y que nada, no, esperemos que no sea nada y que, que disfrutéis tanto como él, ¿eh? Esperemos que tengamos suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, eh, como decimos, en este caso uno de los de los ayudantes, eh, familia directa de, de Juan Manuel, hay que quererlos, ¿eh? Es que yo no ...es que yo no puedo de nada para gratificarlo... ...es que lo están haciendo por mí... ...es que es igual que mi tía hacía el cabecilla de que el coche salía... ...y el coche salía, un esponzo y ayudando desde siempre... ...y es, mi familia siempre... ...que hace falta, que no sé qué... Y siempre está encima nuestra... Juan, que tengo unas ganas, no te lo puedes imaginar... ...la gana de verte terminar un, un, una subida... es Queremos. ...sin ningún problema... Y que, bueno, por fin puedes decir, bueno, este año lo he disfrutado y no en parte no lo he sufrido, ¿eh? Es que lo que nos da rabia es que este coche todavía no ha dado al 100%. Este coche ha sido una nueva adquisición, nos ha costado mucho más, más que el otro, y el otro, sin embargo, iba más, más, como más fiable, terminaba y demás. Pero bueno, hay que hacerlo fiable ahora. A este. Nada, Juan, pues muchas gracias y mucho ánimo y estamos seguros... Esperemos que no sea nada que mañana esté cama allá Muchas gracias a ustedes, y gracias, gracias por Juan. Pues ahí estaban las palabras del piloto Ubriqueño y de sus colaboradores. Nosotros pues vamos a seguir por aquí, no sabemos si o da la impresión de que la competición sigue parada eh pues no en este caso desde la, desde el sitio donde nos encontramos, no escuchamos lo, el rugido de los motores ni vemos eh, salir vehículo de, de la salida. Esperemos que se vaya agilizando Eh, la cosa. Juan Carlos, eh, si tú tienes por ahí algún protagonista, te pasamos la conexión. Bueno, pues sí, sobre todo eh, confirmar que la carrera ha vuelto a detenerse hace unos instantes. Parecía que se reanudaba, pero eh, las asistencias han tenido que volver a salir. Se trata de eh, la rotura de la transmisión de... Nos comentaban, aunque no... ...con total seguridad a partir del dorsal número 82... ...o sea que se trataría en principio de Francisco Laera... ...con su Peugeot 106... Eh, ...es el piloto que habría tenido ese problema... ...de escudería Slick Sevilla... ...y bueno, ha roto la transmisión... ...y además, eh, bueno, pues tenían que limpiar la, la zona... ...los correspondientes servicios de, de la carrera... Y por eso está detenida otra vez la, la prueba, así que esto no hace sino eh, acumular retraso Parece que puede volver a reanudarse ya, seguramente de fondo escuchen ya los eh, motores. Y bueno, pues como decimos, eh, esto no asesino sino eh, sumar retrasos. Vamos a intentar conversar unos instantes con el jefe del, de policía local, eh, José Benítez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Vamos a aprovechar para eh, preguntarle por, eh, seguro, una duda que tiene que estar pasando por la cabeza de muchas personas. Se hablaba de las 7 de la tarde, como reapertura al tráfico de la carretera y va a ser complicado, ¿no? Que se pueda cumplir esa estimación, ¿no? Eh, yo creo que sí, por los incidentes que está habiendo en la carrera, eh, aunque se ha suspendido la, la segunda tanda de entrenamiento... Eh, Viendo la hora que hay y otro incidente que acaba de, de ocurrir, esperemos que sobre las siete y media, ocho menos cuarto, podamos abrir la carretera. Todo depende de cómo discurra esta última manga de, de la prueba. De hecho, la primera manga de, de entrenos fue muy rápida, creo que fue media hora prácticamente. Si fuese así, pues todavía se acercaría no al horario previsto, pero ya decimos, sobre las 7 de la tarde ya va a ser complicado que se pueda cumplir, así que eh, dependerá del resto de, de incidencias pero sí que indicar a ¿no? la persona que esté esperando para la reapertura al tráfico, que parece que va a ser un poco más tarde de esas 7 en principio previstas, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que no vamos a tardar mucho más. Eh, yo creo que como muy tarde, a las siete y media, esperemos que esté acabado y, y en cuanto bajen lo, los participantes de la última manga pues procederemos a abrir la carretera. Eh, tenemos previsto en principio que es dar salida a la gente que esté esperando aquí en ubrique y posteriormente, cuando tengamos un poco más suelto ya toda toda la circulación daremos entrada ya aquí a la población e incidencias eh, que ya hicimos tienen que ver con la carrera pero ¿Ha habido algún tipo de, de incidente que se deba reseñar en el ámbito de la seguridad en nuestras localidades de ayer? La verdad es que no, la verdad es que ha ido todo perfecto, ha ido dentro de una normalidad absoluta y ningún tipo de incidente. Nos comentaban que en el trago los espectadores la verdad es que es un gran comportamiento como cada año y en el interior de la población por ejemplo en la noche de, de ayer como fueron las cosas no hubo ningún tipo de incidente como he dicho absolutamente perfecto eh, el comportamiento ha sido maravilloso y sin ningún tipo de problema hablamos con el jefe de la policía local de estos días atrás y nos comentaba que toda la plantilla disponible pues está luego movilizada para este fin de semana para los distintos turnos porque se refuerza sobre todo por la por la noche dada la mayor afluencia de, de personas ¿no? Efectivamente, como hablábamos ayer, pues prácticamente toda la plantilla al completo está trabajando durante todo el fin de semana y, por supuesto, el fin de semana, o sea, las noches de, de viernes y sábado, se refuerza más eh, el servicio. Pero, como bien digo, la noche de, del viernes ha discurrido con total normalidad y esperemos que, que esta noche pues ocurra lo mismo y no haya ningún tipo de incidencia. ¿Respetadas las indicaciones de tráfico que se apuntaban o no? Decía si ¿Se han respetado o no? ¿Ha habido algún problema con el tema de indicaciones, restricciones de tráfico que ha habido no? Nada, ninguna, ninguna. Se respeta perfectamente los cortes, las restricciones de tráfico y ningún tipo de problema. Ah, pues eh, insistir además que están eh, previstos controles de alcoholemia, de drogas, controles de verificación de, de los vehículos y por tanto bueno pues todo el mundo a, eh, a respetar en ese sentido... Y, y bueno, pues ¿Cómo? seguro que será así, esperemos que hay pocas incidencias hay que reseñar. Efectivamente, yo creo que, que ninguna, que todo transcurra bien y aunque ya le habíamos dicho antes que se va a hacer control de alcoholemia y de drogas y demás, pero anoche se, se hicieron y la verdad es que el resultado fue negativo en todas, o sea que, que la, la, los conductores respetan muchísimo y yo creo que no estamos concienciando mucho ...de que si tomamos un algo de alcohol o algo de droga... ...no cogemos el, el vehículo y es lo mejor que podemos hacer. Pues buena noticia, que no hubiera ningún tipo de eh, positivo. Por... Responsables de la Guardia Civil... ...también de la agrupación de tráfico... ...por supuesto de Escudería, Ubrique... ...y responsables municipales... ...con los que también hemos estado conversando... ...en los últimos minutos... nos ...vamos a ir acercando ya... ...hacia donde se encuentran... Eh, ...la zona de pilotos... ...para ir acompañando también... ...a nuestro compañero Jesús Domínguez... ...en lo que se supone tiene que ser ya... ...la recta final de esta jornada del sábado... ...en cuanto a eh, la competición... ...porque eh, todavía quedan... ...más de 70 coches por salir esta manga de carrera... ...va avanzando la tarde... ...y ya decimos que desde luego... ...no se va a poder eh, completar... Eh, ...no se va a poder cumplir... ...el horario previsto... ...y ya indicamos... ...sobre todo para aquellas personas... ...que estén pendientes... ...de esta subida Ubrique... ...para acceder a Ubrique... ...o para salir de nuestra localidad... ...sepan que... Eh, ...esa hora apuntada... ...de las 7 de la tarde... ...de reapertura al tráfico de la carretera... ...no se va a poder cumplir desde luego... Eh, ...y por tanto... ...deben tener un poco más de paciencia... Eh, ...mínimo siete, siete y media... ...o incluso más... Eh, ...cuando se pueda... ...puesto que todavía ya decimos... ...que estaban metidos en faena... ...en plena eh, carrera... ...Jesús, no sé si por ahí... ...con más protagonistas... ...pues sí, en este caso... ...cuando, como tú bien comentas... ...se reanuda la, la competición... ...vamos a ver si esta ya es la definitiva... ...y no hay que eh, hacer más pausas... ...más parones... ...a causa de, de salidas o averías... Y vamos eh, seguimos aquí por la zona donde se ubica la mayoría de los eh, pilotos de nuestra localidad porque no hemos eh, encontrado por aquí al eh, concejal de deportes del ayuntamiento de ubrique antonio martel pues que está eh, pues digamos recorriendo esta parte de, de la, del parque de trabajo pues para reccabar sobre todo las impresiones de, de sus paisanos antonio buenas tardes buenas tardes ¿Qué tal? Que, como decimos, por aquí conociendo y saludando amigos, ¿no? Sí, saludando amigos y viendo a los diferentes uriqueños que compiten hoy, que bueno, por lo que... compartiendo impresiones de cómo va la prueba y sí que está desluciéndote un poco tantos parones, van muy lentos, va a empezar a llover, hay muchos fallos técnicos en algunos vehículos, bueno, lo que son las cosas del director. Lo que nos está deparando la jornada de, de hoy sábado, la primera de esta, de esta subida, y bueno, se eh, comentábamos antes con algún que otro piloto es impresionante el ambiente que, que hay este año aquí en la zona de, de trabajo en el parque de trabajo donde se ubica la mayoría de los pilotos ubriqueños de amigos eh, colaboradores familiares eh, creo que es la primera vez que bueno, es la primera vez que lo veo eh, tanta gente ¿eh? Es un ambiente muy bonito porque se ha convertido casi en un ambiente familiar Porque están todos los a, a amigos colaboradores que me han indicado y Hay mecánicos ayudándose a otros mecánicos, pilotos, bueno, entre todos, pues bueno, sacando la prueba adelante entre las diferentes escuderías y vehículos, ¿no? Y es un ambiente precioso lo que hay. ¿Has estado moviéndote a lo largo del tramo en la zona de hoy? Sí, he estado en la zona del parque de bomberos y, bueno, he visto los pocos vehículos que se han podido ver pasar, ¿no? Porque también, bueno, está en una zona que de poca visibilidad, pero bueno. ...lo poco de lo que he oyendo... ...por las retransmisiones de Radio Brique... ...de vosotros y, y además de... ...bueno, de las impresiones que te comparten... ...otras personas a través de las redes sociales... más... ...bueno, y, y la, las propias impresiones mías... ...pues deduce que este año... ha sido un, ...está un ambientazo y hay bastante competición. Por la zona del tramo... ...que podemos ver desde aquí se ve mucho público... No sé si por ahí arriba si te han comunicado eh como en la afluencia. Sí, hay bastante afluencia lo que son en la bueno, por todo lo que es el recorrido. Desde bueno, desde la salida hacia hacia lo que es la meta pues, está todo lo que es atestado de personas. ¿Qué te comentan los, los pilotos eh, de Ubrique o la gente de aquí de Ubrique como autoridad, digamos eh, en materia deportiva que en nuestra en nuestro pueblo te, te trasladan algo digamos relacionado con la prueba? No, bueno, compartiendo impresiones más que nada de lo deportivo, ¿no? De cómo está haciendo el de la carrera. Cuanto indique, un poco lento, pero bueno, esas son cuestiones de los tres incidentes que ha habido, más los parones, bueno. Y también, la, bueno, todo lo que conlleva, todos factores que no son no se pueden controlar, ¿no? Bueno, está compartiendo impresiones y viendo que sí, agradecí, son, que ha agradecido al ayuntamiento de la colaboración y de todos los servicios que se han, se han prestado, principalmente. Eh, eso es la jornada de hoy Bueno, esperemos que estará cerca de una hora Un poquillo menos para que acabe Si no ocurre ningún incidente Para mañana, ¿qué tienes previsto hacer? Pues mañana mire desde primera hora Lo que sería la, a la, a lo que es la salida Y bueno, y ahí disfrutar de las pruebas Hasta las cuando llegue el momento de los trofeos Y bueno, y ya ahí se dará ya colofón A la vigésimo tercera edición de, de la subida de Brin ¿Esto termina, terminará en unos instantes? Esperemos que sí Eh, ...lo que es la prueba deportiva... ...pero después no queda una tarde-noche también... ...que para algunos muy larga que en Ubrique... ¿no? ...sí, una tarde muy larga... ...derivado de que hay muchos problemas técnicos... ...y están intentando solucionar ...y algunos que en sus talleres van hasta con los elevadores... ...todas no ser funcionando... ...eso sí he denotado yo que ya me la han transmitido algunos... ...algunos pilotos que... ...no solamente lo que se ve aquí... ...sino lo que va a suceder esta noche... ...en algunos vehículos para poder mañana competir... ...hay mucho trabajo de, detrás de todo esto... ...hay mucho... Eh, ...no solo trabajo, mucho esfuerzo ¿no?... ...de, de todo tipo para poder salir aquí, aquí en Ubrique, por lo menos eso es lo que eh, tanto a nosotros como como tú bien comentas a ti también te te trasladan los pilotos, ¿no? El enorme esfuerzo por, tar, por para poder salir. Eh, ya rabia no ver cuando cuando tienen problemas. Sí, aquí un, estamos aquí delante de un vehículo aquí un AX que bueno, ha tenido bastantes problemas y un chaval joven que está empezando su primera prueba y ha tenido un problema a última hora con por lo dicho con la caja de cambio y bueno, iba inter... no sé si al final podrá o no podrá, pero bueno, da pena de esto, de tanto esfuerzo para que bueno, por un, por un simple fallo en un, por un simple fallo, pues bueno, se venga atrás traste todo lo que es un, un año de esfuerzo. Pues nada, pues ahora parece que ha empezado a llover y veremos eh, precisamente en la manga de carrera, es cuando ha hecho acto de presencia la lluvia, parece que con mayor intensidad, vamos a ver si va a ser, solo un pequeño chaparrón o, o nos va a estar acompañando porque esto lo cambiaría cambiaría toda la prueba. Don Antonio Martel, que muchas gracias y nada, seguir disfrutando gracias de la Gracias a prueba. vosotros y enhorabuena por la retransmisión. Gracias. Pues en este caso ya decimos eh, tenemos la sensación de que puede ser más intenso de los aguaceros habitual o, o de las pequeñas eh, chap chaparrones, los pequeños chaparrones que han caído han caído con anterioridad y esto lo cambia todo, insistimos, porque eh, si se da esas condiciones de lluvia, si no le da eh, oportunidad, digamos, a, al piso al asfalto de, de absorber bien eh, esta cantidad de agua, se sigue eh, de esta manera, pues, cuando salgan los pilotos que van a estar peleando por eh, la victoria absoluta, la victoria en cada una de sus categorías, pues lo van a tener que hacer sobre mojado, una decisión que puede ser eh, fundamental, porque ya hay algunos eh, vehículos que han podido salir en seco los eh, primeros, digamos eh, los eh, coches con una numeración más alta que, eh, en este caso, pues, eh, siempre son los primeros en tomar la línea eh, de salida. Pues vamos a ver, vamos a menearnos por el parque de trabajo eh, para ir recabando impresiones de los pilotos que todavía no han tomado la, la salida. En este caso, pues eh, mientras lo hacemos, vamos a pasar la cohesión a nuestro compañero Juan Carlos. Bueno, pues Jesús, parece que hemos perdido la conexión con nuestro compañero Juan Carlos Panal. En unos minutos estaremos pendientes precisamente del transcurso de esta carrera y en unos minutos conectaremos con él. No sé si tú tienes eh, información en este justo instante. Pues de lo que puedo comunicar ahora mismo es eh, lo que hace referencia. Parece que la carrera pues eh, ahora mismo eh, se va desarrollando con cierta agilidad. Tenemos aquí una serie de vehículos eh, preparados pues, para que tomen la, la salida. Y, bueno, la lluvia parece que, que ha parado un poquillo, pero eso sí, le ha dado tiempo a mojar un poquito el asfalto, aunque con el paso de estos vehículos suponemos que cuando vayan a salir los eh, eh, vehículos del Nacional, los que van a, a pelear por esas eh, primeras posiciones, como decimos antes, lo podrán hacer sobre seco. La verdad es que es una incógnita, todo una incógnita, una incertidumbre grandísima, la que ahora mismo tienen que tener todos los equipos, no, eh, ¿a, a qué...? a qué opción accedes ¿A, a mojado en seco suponemos que con la que ha caído pues lo harán todos en seco pero claro no sabemos si esto eh, en este caso va a remitir o va a continuar estamos ahora mismo en esa en esta en esta situación lo cierto es que seis eh, y media de la tarde una hora en la que previsto estaba eh, en principio estaba prevista ya que podría estar finalizada la prueba y todavía ...pues más de la mitad de los vehículos... ...quedan por eh, tomar eh, la salida. Escuchamos ahora los motores... ...y parece ser que ya nuestro compañero Juan Carlos... ...pues lo tenemos por ahí, Juan Carlos. Eh, sí, vamos a quedarnos con... Eh, ...un conocido de nuestra radio desde luego... ...un colaborador eh, habitual... ...vamos a aprovechar que tenemos por aquí... ...a Pedro Fernández, como saben... ...es eh, monitor, responsable de Autoscuela Los Remedios... ...con quien conversamos cada viernes... ...para hablar de seguridad vial... Y además, Pedro, que tiene experiencia en esto de la subida Ubrique, porque ha colaborado en muchísimas ediciones. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a eh, Radio Ubrique de nuevo. Ya decimos que es colaborador habitual de, de esta casa, amigo y colaborador. Y, y bueno, pues como comentaba, en diferentes años además, Pedro, te hemos visto como eh, colaborador la autoescuela de, de escudería Ubrique, ¿verdad? Sí, así es. otros años hemos estado colaborando. Este año, por motivos laborales, no hemos podido asistir Eh, no podemos hemos podido colaborar con la escudería como otros años pero bueno eh, ha sido un año puntual pero como digo eh, siempre nos gusta colaborar con estos eventos parte que tiene que, tiene mucho que ver con nuestra con nuestra profesión con nuestra con la seguridad vial aunque estos sean algo algo en competición pero siempre nos gusta estar estamos enlazadas con ellos esta vez desde fuera de la carrera veíamos que con tu hijo a la casa de, de la firma de los pilotos ¿no? si sí, esto es esto es Eh, algo que los peques lo disfrutan muchísimo porque no solamente está está destinada para los mayores ...para los amantes del motor sino con esto del librito hay que agradecerle mucho a la escudería el hecho de que hace que desde pequeñito los niños ya le va llamando la atención y ya van buscando con el, con el tema de la firma los pilotos van conociéndose van entrando van, van buscando ya ellos van viendo qué tipo de cosas... y ya lo que le explica el cursorillo así que la, las próximas generaciones pues los tendremos a un vaso más, más corredores verdad <risa> que sí se está notando de eh. ...en la cantera, ¿no?, de, de pilotos ubriqueños... ...que hay más de una veintena... ...Pedro, que te queríamos aprovechar ya... ...para eh, pedirte consejos, ¿no? En otra oportunidad lo hemos comentado, ¿no? Siempre a las puertas de la subida de Ubrique... Eh, ...de cara a los aficionados nos decían... ...que se están comportando muy bien... ...como suele ser además la norma habitual... ...pero eh, además en jornadas como esta... las que hay tantas incidencias... ...muy importante sobre todo... ...no perder ese sitio, ¿no?, en el que uno está situado... ...y no moverse, evidentemente del lugar en el que se está en el, en el graderío natural de, del tramo, ¿no? Sí, así es. Como bien dice por parte de la ciudadanía nos dicen que, que el público se está portando bastante bien, que no hay incidencia con respecto al público, pero sí pedir que, por favor, que la gente se mantenga ubicada en cada hora en su sitio, sobre todo cuando haya estos, estos, estos parones que pueda haber por motivo de avería, por motivo de accidente, pero que no se muevan y sobre todo que es importante donde nos colocamos. Durante todo el trazado está avallado en aquellos lugares que puede ser un poco más peligroso, pero como cabe recordar, que siempre en la salida de las curvas hay que tener un poco más de precaución porque por la propia inercia el vehículo tiende, tiende a salirse en línea recta. Por tanto, siempre hay que buscar un sitio donde estemos protegidos. Como hemos dicho tan otras veces y siempre se recuerda, hacer posible el alto, el alto que ganamos en seguridad y aparte tenemos mejor visibilidad. Vamos a ver, mejor. Lo cierto es que eh, la norma habitual suele ser estar alejado de la, de la carretera en sí. Eh, si se está a la misma altura hay que estar alejado y si se está cerca es porque estemos elevado, ¿no? En altura. Así que, Tú lo has dicho, no no, no lo podía explicarme a Juan Carlos. Entre más cerca hacemos, más más alejados tenemos que poner. Entre más alto estemos, tenemos tenemos la ventaja de que podemos estar más cerca viéndolo. Por tanto, a tener en cuenta eso, son pilotos, son es eh, van a mucha velocidad, el trazado es, en estos momentos ha estado lloviendo, pues estamos en algunas zonas, por tanto cabe la posibilidad de que pueda haber algún deslizamiento. ...mucha precaución y no debería disfrutar a disfrutar de esta maravillosa carrera Pedro, y eh, aunque eso es complicado pero a los pilotos que qué, qué consejo le podríamos dar yo pienso que en esta carrera ellos pueden tener bastante experiencia porque vienen tienen piloto bastante experimentado y aquellos que no eh, tienen tienen ya conocimiento del trazado y saben perfectamente lo que llevan en las manos por tanto el consejo es que intenten de hacernos disfrutar lo mejor que pueda la verdad es que eh, la incidencia de, de la lluvia antes parecía que apretaba, eh, que, que caía con más intensidad. Esto está siendo, ya decimos, ya en los deportivos, que se eh, cree la duda sobre qué tipo de neumáticos poner. E incluso hemos visto algún, algún vehículo con, con neumáticos de, de agua. Y sí, así es, yo he estado observando a los distintos pilotos y aquí hay batidada. Hoy, qué tal como está el trazado pues, pues vemos pilotos que van con el con lisos, hay otros que lo llevan mixto y otros que lo llevan de agua. Eh, las condiciones climatológicas es algo que no podemos evitar y evidentemente pues está claro que, en, que cada piloto piloto, pues, en función de, del vehículo que lleve, quién mejor que piloto conoce su propio vehículo para saber qué tipo de, de neumático debe de poner en cada momento. bueno pues, nada, nos vamos a quedar con... Eh, como decimos, eh, estos últimos instantes de competición Porque quedan ya eh, algo menos de medio centenar de, de vehículos Pedro, agradecerte que nos hayas acompañado Y a seguir disfrutando con tu hijo Como vemos por aquí de, de esta subida Muchísimas gracias a vosotros como siempre Y a disfrutar de este día Muchas gracias Pedro Fernández, como decimos Responsable de Autoescuela Los Lo Remedios A quien hemos visto por aquí disfrutando también Como aficionado de esta eh, subida Decíamos, en lo deportivo, eh, pues estamos ya eh, con los últimos 40-50 vehículos, así que estaríamos en realidad en el ecuador de esta manga de carrera y con la aparición de forma intermitente de la lluvia. Por ejemplo, ahora mismo no está cayendo agua, así que esto hace que estén esperando a los equipos hasta el último momento para ver si cambian o no de neumáticos. Jesús, no sé si por ahí con protagonistas... Lo teníamos, lo teníamos, pero eh, enseguida ha tenido que montarse ya en la montura, ya están llamando, entendemos ya que obviamente que dar la agilidad a, a todo esto, debido al retraso ya que se acumula, y bueno, pues eh, lo dejaremos para una mejor ocasión en la jornada de, eh, de mañana. Eh, no obstante, pues vamos a seguir moviéndonos por aquí, a ver si nos topamos con alguno con el que podamos intercambiar alguna que otra impresión sobre eh, la prueba, sobre lo que nos espera, eh, o les espera en este caso, a estos eh, eh, pilotos que, bueno, pues parece que por fin van a, a poder competir, a tomar la salida en la prueba. Por ejemplo, ¿eh? nos encontramos aquí en la zona donde están ubicados los eh, CM del eh, el equipo de Langreo Motor y, bueno, pues todo todo. Están con los, en este caso, los mecánicos poniendo las ruedas, haciéndole los últimos reglajes, los últimos detalles, para que ya puedan tomar la salida. Vamos a ver si, por ejemplo, nos podemos acercar aquí al stand o a la carpa donde está el piloto Lolo Avilés, que en este caso es uno de los... ...categoría, podemos eh, intercambiar algún tipo de impresión, conocer cómo se presenta la, la prueba para en eh, lo que va a ser esta carrera definitiva, la primera carrera, la carrera 1, esta jornada del sábado. Tenemos con nosotros a Lolo Avilés. Lolo, buenas tardes. Bueno, parece que va a ser una manga un tanto complicada, ya que está lloviendo ahora, última hora, para salir. Bueno, estamos un poco con la incertidumbre si ponemos neumático de agua o neumático de seco a ver qué pasa. ¿Y en, ¿Y en qué se va a basar la, la decisión? Porque, eh, bueno, va a tener que ser de todas maneras una decisión arriesgada, ¿no? Bueno, sí, intentaremos aguantar hasta el último momento, a ver qué pasa, a ver si llueve, si pondremos de agua y si no, aguantaremos con las de seco, tal y como está. En una jornada que no se está desarrollando con toda la agilidad que, que, que quisiera ir los pilotos, porque se habéis quedado sin una manga de entrenamientos y no se... Pues con, con esa eh, única toma de contacto en la, en la primera manga, donde por cierto también ha, ha tenido algún problema, ¿no? Sí, tuvimos un toque, un error que cometimos, pero bueno, a ver, eh, vamos todo igual, a vamos todos a la manga de carrera y bueno, poco complicado, para todos igual y ya está. Se afronta algo frío, ¿no? Supongo, en general. Sí, a ver, sale sin referencias y bueno, es un poco complicado. Bueno, lo que ¿con qué planes llegas a Urique? Bueno, con intentar hacer pódimo en la General Escarra, quitarme la espinita que tengo de este ya que tuve un mal fin de semana y hacerlo lo mejor posible. Bueno, tienes ahí dos Viura con los que va a tener que competir, Cavivilla y eh, José Beiraola y bueno, estar digamos en la pelea con ellos ya ya es bastante, ¿no? Sí, a ver, llevan muchas tienen ya mucha experiencia respecto a mí, conocen bien las subidas, conocen bien los coches, pero bueno, Nada, hay que intentarlo y por intentar lo que no sea. Lolo, en principio, eh, leyendo, digamos, la lista de inscritos, vemos que tiene la misma montura, eh, al menos en el nombre que, que Javi Villa, pero entiendo que no es eh, exactamente la misma la misma, ¿no? Bueno, es muy similar, es casi igual todo, en principio parece ser la misma, pero bueno. En ese, en ese sentido ya decimos, eh, es con, eh, pertenecéis al mismo equipo... Y vais con esa unidad que es nueva que estáis estrenando en, en este año ¿Tu intención es, eh, supongo que, seguir el campeonato de España? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos tienes? Bueno, vamos a intentar seguir el campeonato de España, pelear por él todo lo que podamos Hasta donde podamos y si no, pues bueno, intentarlo por el segundo puesto, si el primero está muy complicado eh, Supongo que, eh, como espectador, no sé si ayer tuviste la ocasión de, de presenciar la, la ceremonia de salida no, no pudimos estar en la ceremonia de salida por motivos del vehículo, que no... Pero bueno... Sí, no. digo como piloto, no como espectador, sí. No, sí, nada. como espectador no pude estar tampoco, pero nada. <risa> que entiendo también que con las circunstancias que se ha desarrollado y, y la carrera, el, el máximo rendimiento habrá que esperarlo hasta mañana, ¿no? Bueno, sí, a ver, ahora es otra manga que... Bueno, es manga de carrera. Tampoco te puedes relajar demasiado porque los rivales seguro que no lo van a hacer. Pero con mucha precaución. Sí, con precaución porque el día de mañana parece que hay una mejor tiempo que ahora y bueno, hay que hay que reservar algo para mañana. Estamos metido aquí en, en la Sierra de Cádiz, aquí en el Parque de Trabajo, hemos visto que estaba así, medio lloviendo, medio no. ¿Tienes información de si por el tramo ocurre lo mismo? Bueno, había aficionados arriba, lo que mandaron un poco de información, que decían que sí, que arriba llovía un poco más que aquí abajo, que había más agua allí. Digamos, ¿en la zona última del tramo? Sí, en la zona última del tramo, donde está la montaña, pues parece que hay un poco más de agua. una unas circunstancias decimos que eh, o se corre sobre mojado o sobre el seco, la incertidumbre nos mata, ¿no? Sí, la incertidumbre nos mata porque igual si ponemos neumáticos de agua, penalizamos demasiado en la parte que no ha llovido y en la parte de que ha llovido, nos sale muy bien, pero si montamos secos tenemos las mismas opciones eh, o sea, equivocarnos. Ahora mismo, ¿tú por qué apostaría? Yo ahora mismo aportaría por seco. Ya que el neumático de agua ahora mismo no funcionaría, solo funciona cuando hay que a jugar agua. Sí, por ahora tampoco ha llovido ha llovido bastante. ¿no? Claro, no hay agua suficiente como para poner un neumático de agua. Pues nada, Lolo, pues muchas gracias y mucha suerte ahora en la, en, en la manga de carrera. Nada, ¿eh? ah, muchas gracias a todos vosotros y a toda esta afición que hay aquí en Uri, que es espectacular. Muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras de Lolo Avilés, que ya decimos, es uno de los pilotos ...que eh, compite en esa categoría 1 pero que lo que le decíamos vaya dos rivales con los que te toca tanto javi villa eh, que como hemos dicho supuestamente tiene la misma montura pero ya podemos eh, podemos decir que al menos eh, a, a ojo y no y no somos especialistas pues vemos cosas diferentes en un coche y, eh, y en otro a pesar de que es el mismo fabricante el que lleva a ambos ambos pilotos eh, bueno, pues vamos a seguir moviéndonos por aquí ahora hace sol, también está lloviendo la verdad, la verdad que no sabemos a qué atenernos y si no lo sabemos nosotros, imagínense eh, el hervidero que tiene que ser esto eh, y lo que va a ser sin duda una apuesta ¿eh? Eh, una apuesta de los distintos equipos para ver si consiguen acertar porque lo mismo arranca a, a llover que se queda así, que va aguantando pues imagínense cómo tiene que estar ahora mismo esta zona del, del parque de trabajo en lo que es la carrera definitiva. Pues eh, seguimos por aquí dando dando vueltas y vamos a pasar la conexión a nuestro compañero Juan Carlos. Antes de nada, decimos ya podemos ver desde aquí, por ejemplo, eh, mirando para donde está la carrera de Noca, que está algo oscuro. y ¿eh? Es más, yo eh, podría asegurar que incluso allí está lloviendo, Aquí ahora mismo está aguantando un poquillo, pero ya conforme eh, se vayan acercando a Benocard parece que está lloviendo eh, en más cantidad o más intensamente que, que aquí. Pues, eh, Juan Carlos, ¿cómo lo tienes tú? ¿Tienes algún protagonista por ahí? Jesús, eh, vamos a quedarnos ya, si te parece, con eh, bueno pues el parón habitual que hacemos para quedarnos con eh, los tiempos. se Vamos a ir viendo los tiempos, puesto que ya Eh, bueno, pues restan los últimos eh, vehículos Y bueno, eh, por cierto, cuando aprieta de nuevo eh, Empiezan a caer de nuevo bastantes golerones Aquí no te puedes fiar ni un minuto eh, Está el sol fuera, pero también está lloviendo Está cayendo ahora bastante agua Y esto está haciendo que, eh, desde luego Incluso para nosotros ya sea más complicado Hablar con los eh, propios pilotos Puesto que, eh, bueno, pues están junto a los responsables mecánicos Eh, ultimando ya para salir y con la duda, eh, ¿por qué no?, eh, aunque parece que todos apuestan por seco en principio, con la duda de si estos chaparrones y sobre todo lo que tú decías, Jesús, que en la parte alta del tramo no está cayendo eh, bastante más agua y por tanto haría falta eh, neumáticos de eh, mojados. Bueno, nos vamos a ir quedando, por tanto, vamos a hacer una eh, pausa, cuando ya decimos, aquí en el parque Presalida, desde luego, sigue lloviendo, eh, va por rachas, por momentos, no es eh, con demasiada intensidad, pero, por ejemplo, eh, ya vemos cómo eh, ahora mismo, eh, bueno, pues está mojada toda lo que se es está vía, toda esta recta de... De después de este pequeño chaparrón que, que ha caído eh, desde, por ejemplo, eh, los comisarios deportivos dando órdenes ahora mismo para que eh, en concreto al jefe de parque para que los últimos eh, vehículos vayan ya eh, acercándose hasta la línea de salida hay eh, ahí, ahí, bueno, pues eh, una llamada de atención, por ejemplo eh, a Humberto Jansen, a José Antonio Aznar... ...a los eh, distintos favoritos... ...que son los que tienen que ir acercándose... ...hasta el punto de salida... ...y que eh, como cada año... ...esto es la misma historia evidentemente... ...intentan a, apretar... ...intentan esperar hasta el último momento... ...para que... Eh, ...tengan la asistencia de sus mecánicos... ...y salir lo más rápidamente posible... ...sin verse eh, detenidos... ...en los últimos metros... ...antes de la salida... ...ya decimos que para aquí... Siga lloviendo, no sabemos lo que puede estar ocurriendo en la parte alta de el trazado y si y no me dice lo contrario Jesús, si no cuenta él con protagonistas, ya vamos a hacer un, un paréntesis, nos vamos a acercar allí hasta eh, lo que es, eh, en este caso, la línea de salida para eh, ir ofreciendo ya los tiempos, quedándonos con lo que ocurre en la competición en este tramo final de lo que es esta manga de carrera de la vigésimo tercera, Subido Brique. tonight oh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 tal vez así me y pierda miedo en el mi corazón. Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muero. Y cuando muera que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo que que de la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muere Que se haré amor por ti Si me muero Si yo me muero de amor que muere ay, y cuando muere, que sea de amor por ti. Por ti. Eh, eh, eh. Me muero por vivir contigo que me queda por andar pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva eternidad si me muero si yo me muero de amor que muera y que cuando muere que sea de amor por mí. si me muero Que muera que sea de amor por ti Y que cuando muera sea de amor por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 no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos De cada vincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás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 Cuando entiendes, cuando al parecer converge donde encuentras, donde entienden, dónde ser Es el presente, lo sabes Presente, tú lo sabes Vivamos el presente Cada paso, cada huella, cada guerra y cada estrella Cada rumbo, cada vela Cada regla y tus fronteras Lo sabes, tú lo sabes presento Vivamos el presente Si queda frío, enciendo candela Si queda el pelo, Si no hay color, si está bandera, si tiene sentido, yo siento los tambores si, si, como, capitulo si, tercera si... subida Oubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22 disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Brique, con la vigésimo tercera subida. Bueno, pues nos vamos nuevamente hasta la línea de salida, donde creo que ya tenemos los primeros resultados. Primero con Juan Carlos Panal, parece que hemos perdido la conexión con Jesús Domínguez. Eh, enseguida la retomamos. Juan Carlos, adelante. Juan Carlos. Bueno, pues parece que tenemos un pequeño problema con la conexión de nuestros compañeros. Eh, Juan Carlos Panal, buenas tardes. Juan Carlos. Bueno, pues parece que, que no, que hemos perdido esa, esa comunicación Vamos a intentar retomar el, el contacto con nuestros compañeros Supongo que ya en el, la línea de salida donde probablemente ya tengan resultados Va a ser en un minuto Bueno, pues ahora sí, Juan Carlos, buenas tardes Juan Carlos. Hola, sí, sí, buenas tardes. Adelante. Ahora sí, porque teníamos problemas eh, para, eh, bueno, pues volver a contar con esta conexión, como decimos ahora desde la eh, sala de prensa ya de Cuderío Ubrique, de esta subida Ubrique, donde eh, vamos eh, comprobando los tiempos ya, eh, tan solo, bueno, pues los de la categoría 1 rezan por eh, conocerse Eh, porque bueno pues ha ido desarrollándose, como les comentábamos, esa fase final ya de esta manga de, de carrera. Lo cierto es que además con eh, ciertos eh, chubascos continuados que han hecho que eh, veamos ahora sí el asfalto mojado y esto desde luego ha tenido incidencia en la carrera, ha debido provocar algún tipo de incidente porque lo cierto es que hay sorpresas con respecto a los tiempos Por ejemplo, eh, bueno pues dentro de lo que es la categoría 3, eh, vemos ya el tiempo de José Antonio López Fonbona que supera los tres minutos. Eh, después conoceremos cuál ha sido la circunstancia que ha hecho que supere eh, bueno pues un tiempo desde luego impensable para uno de los grandes favoritos en esta prueba. Pero es que no solo él, sino que también José Antonio Alnar eh, también ha superado esos tres minutos. Esto nos lleva a pensar que eh, desde luego la parte superior del tramo... ...ha tenido que caer bastante agua... ...y eh, en principio lo que veíamos... ...es que esos pilotos iban con... ...neumáticos de seco... ...así que eh, seguramente hayan tenido... Eh, ...esa incidencia... ...al margen de que hayan podido tener también... ...algún trompo... Eh, ...no sabemos si avería o alguna salida... ...pero lo cierto es que... Eh, ...todo hace pensar que... Eh, ...la lluvia ha provocado... ...que los grandes favoritos... ...ha caído justo en el momento... ...en el que se estaban jugando esa eh, manga de carrera en los eh, instantes en los que les tocaba tomar la salida las precipitaciones que se han hecho notar y como decimos por ejemplo en el caso de José Antonio López Fombona, su tiempo es de 3.07, mientras que José Antonio Aznar también ha superado los 3 eh, minutos, estamos hablando en concreto de 3.05 eso para el Eh, en este caso eh Porsche de José Antonio Aznar. Y con todo ello, bueno, pues la victoria en esta categoría 3 que ha sido finalmente para Salvador Tineo, que ya eh, tuvo una gran actuación en la primera prueba de ese campeonato de España de montaña en la subida Cepona eh que bueno, pues eh, era uno de los eh, grandes, beneficiados también por aquellas incidencias meteorológicas y Salvador Tineo, que con su Mitsubishi Lancer ha conseguido un tiempo absoluto de 2.40, la primera posición en esta categoría 3, seguido en segundo lugar para, eh, bueno, pues eh, otro de los pilotos que se ha metido ahí en el podio, eh, y en principio no se tenía entre los favoritos, como es Zosimo Hernández, con otro Mitsubishi Lancer, parece que han sido los vehículos que se han adaptado mejor a las condiciones meteorológicas de estos últimos minutos, con 242.3 en dos segundos más que el primer puesto de salvador tineo y la tercera plaza para eh, álvaro garcía con 246 es eh, el tiempo que eh, como decimos bueno pues eh, eh, ha conseguido en este caso eh, y que le colocan en tercera posición por tanto en el podio de esta manga de carrera eh, de la categoría 3 Todo esto eh, lo decimos de forma provisional, eh, porque evidentemente habrá que contar con lo que son los tiempos eh, oficiales y definitivos, pero en principio, bueno, pues esto es lo que nos refleja el cronometraje, como decimos, en el, eh, la categoría 3, mientras que en la categoría 2 la victoria ha sido para eh, eh, Christian Eric Brover, uno de los favoritos, sobre todo en el Andaluz, y dentro de este EFM de promoción, en esta categoría 2, ha conseguido la victoria con un tiempo de 2.47.2. 2.47.8, solo seis décimas después, para Gary Coy Flores, mientras que la tercera posición ha sido para el speed de Edgar montela con un tiempo de 2.51. Pero eh, estamos viendo que eh, también los eh, otros de los favoritos, Eh, han quedado más eh, alejados eh, Seguramente ha incidido también la meteorología Y eh, por último, bueno pues dentro de lo que es la eh, categoría 1 eh, eh, pues eh, Lo cierto es que estamos eh, a la espera Todavía de eh, seguir viendo tiempos Por el momento esa categoría 1 Que está comandada por Manuel Dáviles ...con un tiempo de 2.45.7... ...seguido de Antonio de los Ríos... ...con 3.05... ...y Francisco José Aguilar... ...con 3.08... Eh, ...imaginamos que todavía tenemos que... Eh, ...ver los tiempos... Eh, ...de los principales favoritos... ...entre ellos eh, Javi Villa... ...pero lo que está claro Jesús... ...es que eh, la metodología... ...ha vuelto a tener una incidencia crucial... ...como ya ocurriera en Estepona... ...y en este caso con lluvia... ...que parece que ha afectado bastante... ...a los grandes favoritos de la prueba... ...justo en esos momentos en que grabban la salida como bien comentas eh, digamos que eh, es que aquí ha cambiado la meteorología por minutos y eso es lo que ha vuelto loco pues suponemos a los equipos de eh, sobre todo de la zona de cabeza de los que iban a pelear por el campeonato de españa en el momento en el que salían Pues aquí estábamos en seco, pero ya comentábamos que unos kilómetros más arriba sí se veía una cortina de agua por la zona de, eh, más cercana a la localidad de Benocad, y puede que allí la lluvia sí haya ha afectado. En este caso, eh, digamos que la situación es un poco diferente a la de Estepona, porque en Estepona sí corrieron todos eh, bajo las mismas condiciones. Era una lluvia intensa y todos salieron y llegaron, ya decimos, con mucha... ...con mucha lluvia... ...en este caso aquí... ...hay pilotos que no han... Eh, ...pues eh, tenido que enfrentarse... ...a esas circunstancias... ...los que han salido... Eh, ...los primeros digamos... Eh, del, ...y luego pues en torno a los 20... ...últimos vehículos que han tomado la salida... ...ellos sí se habrán encontrado... ...con agua porque... Eh, ...no ha sido una, una cuestión individual... ...sino que en este caso... ...ha sido general... ...a todos los eh, pilotos... ...sobre todo en esa categoría de turismo... Eh, ...se han visto afectados... ...tanto los Porsche... Tanto los eh, incluso podemos decir hasta eh, sorprender el tiempo del, del Subaru Impreza de Gerard de la Casa, y en este caso Salvador Tineo es el que ha terminado mejor parado de todos. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos eh, el tiempo de Javi Villa, que ha entrado, se ha colocado primero de esa categoría 1 con 2.36, 11, muy por delante del resto de vehículos y estamos a la espera de ver lo que eh, marca Joseba Iraola. Eh, ya saben que pues eh, había tenido problemas en esta primera manga de entrenamientos y bueno, la ocasión que hemos tenido de hablar con él no tenía, la verdad, que muchas esperanzas de poder enmendar en esta en manga de carrera. Pero bueno, estamos a la espera de que el piloto vasco, eh, o se registren ya los tiempos del eh, piloto vasco, que aquí lo tenemos, en este caso eh, retirada por avería mecánica. Por lo tanto... Eh, ...ya tenemos el podio en las tres eh, categorías... ...en la primera de ellas, como hemos dicho, categoría 1 ...Javi Villa, el que ha reinado en Ubrique... ...desde el primer momento que debutó... ...se lleva la victoria con eh, un tiempo de 2'36'11". Le sigue Manuel Avilés, su compañero eh, de equipo... ...con 2'45'76". Tercera posición para Antonio de los Ríos... ...con 3.05.49... ...en el, eh, la categoría 2... ...la de los CM, los monoplaza... ...los CM de promoción... cristian Brover, victoria... ...con un tiempo de 2.47.23... ...seguido de Garizcoy Flores... ...con 2.47.80... ...y Edgar Montella en este caso con 2'51'99 y por último en la categoría 3 la de los carrozados nos deja al piloto de Benavís Salvador Tineo como vencedor absoluto en esta carrera con 2'42'66 seguido de Zosimov Hernández eh, Morles con 2'42'30 el piloto canario se lleva esa segunda posición y la tercera para Álvaro García con un tiempo de 2'46'53 eso ya decimos en lo referente a lo que eh, ha sido o es ese podio de cabeza. Por ejemplo, en cuanto a los eh, favoritos, vemos que Jumberto, Humberto jansen ha sido un mejor parado y ha terminado en la posición número 11. También eh, hay que mm, desplazarse pues más abajo en la clasificación para encontrarse, por ejemplo, ojos José Antonio Aznar en la posición 33, nada más y nada menos, o con José Antonio López fombona en la posición 13. 40. El que no he encontrado por aquí que se me ha eh, perdido un poquito Gerard de la Casa que ha sido el mejor mejor parado que Humberto Janssen, séptima posición de esta categoría 3. Por lo tanto, de los favoritos, Gerard de la Casa es el que menos afectado se ha visto por esta situación, Humberto Janssen en segunda posición, Os pues Antonio Adnar en, en tercera. Una eh, jornada de sorpresa, por lo tanto, podemos calificar en lo que ha sido este esta tarde de del sábado en esta Segunda prueba puntuable para el campeonato de España de, de montaña. Una situación nueva y que, en este caso, pues eh, lo curioso es eso. Sobre todo las sorpresas se ha dado en esa categoría 3, en la categoría de eh, donde están encuadrados los vehículos carrozados, los eh, turismos, porque el, el resto de categoría... Eh, ...dentro de lo que cabe se ha llevado con cierta normalidad... ...hombre, teniendo en cuenta pues esa retirada de eh, Joseba Igaola... ...pues eh, el resto, tanto la categoría 2 eh, eh, como la categoría 1... ...pues no ha dejado tampoco muchas sorpresas... ...eso sí, en turismo, pues un escenario nuevo... ...el que hemos vivido en la tarde de hoy aquí en, en la subida. Pero es que eh, seguramente eh, la lluvia habrá reciado justo en esos instantes... Porque... ...ya decimos que no es eh, nada normal... Eh, ...los tiempos que se han conseguido... ...estamos hablando de medio minuto más... Eh, ...de lo que conseguía por ejemplo... ...José Antonio Aznar... ...en los eh, entrenos también nos decían que... ...y hay que tener en cuenta... ...ellos no han tenido la posibilidad de... Eh, ...participar en la segunda manga de, de entrenos... Eh, ...pero es que a eso se ha sumado... ...el hecho de que seguramente haya aparecido la lluvia... ...en más cantidad... ...de lo que preveían... ...han salido con neumáticos en seco... ...y seguramente esa haya sido la incidencia principal... ...para que el actual campeón de España... ...por ejemplo... ...José Antonio Aznar... ...haya tenido ese tiempo por encima de los tres minutos... ...son tiempos que nada tienen que ver... Eh, ...con lo que es eh, habitual en ellos... ...y por tanto esto ha hecho... ...que desde luego... ...el podio sea completamente sorpresivo... ...y distinto a lo que... ...seguramente cualquier pronóstico... ...hubiera podido apuntar... ...antes del inicio de la carrera. Insistimos en esa categoría 3 por tanto... ...la victoria para Salvador Tineo... ...con su Mitsubishi y Lancer... ...los Mitsubishi que han sabido adaptarse más a la carretera, mejor... ...Tosimo Hernández segundo... ...y tercera posición para Álvaro García... ...mientras que, como nos comentaba Jesús... ...en el resto de eh, campeonatos de categorías... ...bueno, pues eh, ya sí que... Eh, ...algo más en la línea de lo esperado... ...en la categoría 2 victoria para Brouwer he ido de eh, Garcoy Flores y tercera posición para Edgar Montela. La primera plaza en la categoría 1 para Javier Villa, Javi Villa, que ha conseguido imponerse a pesar de esos 2:36, que es un tiempo malísimo en condiciones normales, eh, porque eh, eh bueno, eh, veíamos como en la manga de entrenos conseguía 2:17, así que eh, insistimos en este caso, por ejemplo, unos 20 segundos más de lo que es habitual en, en su crono. Y Manuel Áviles, segunda posición, 2'45", Antonio de los Ríos, tercera posición, con 3'05". ahora bueno, pues al final, lo que parecía que no iba a tener incidencia la, la lluvia, que se iba amagando a lo largo de toda la jornada, al final ha sido la, eh, decisiva la que eh, ha sido, por tanto, la que ha marcado los tiempos y los podios en esta primera jornada, en este sábado de carreras de esta subida ubrique. Lo que estábamos comentando, el peor de los escenarios que se le pueden dar a, a los pilotos es la incertidumbre y el que en una parte del tramo se encuentre con el piso seco y en otro con el piso mojado. Se tienen que arriesgar, aquí casi todos han optado por neumáticos en seco, pues eh, en este caso, eh, como vemos... le le ha perjudicado. Pero bueno, esta es la situación que se ha dado en esta primera carrera de las tres que componen la prueba ubriqueña Mañana domingo, como saben, tendremos la carrera 2 y la carrera 3 y, por lo tanto, todavía los favoritos eh, tienen eh, tiempo de enmendar lo que ha ocurrido en la tarde de hoy. Será mañana, pues, eh, muy tempranito cuando se eh, dé comienzo la primera de las mangas de entrenamiento eh, de la jornada, la tercera manga de entrenamientos de toda la prueba a las 9 y media, a las 11 y cuarto tendrá lugar la carrera 2, a las 1 la y cuarto la carrera 3. Y con eso pues se dará por finalizado eh, la vigésima eh, tercera edición de la subida ubrique. Insistimos, para mañana en principio las previsiones parece que no dan en mucha lluvia a la hora de la prueba. Parece que sí, que para esta esta noche sí, pero mmm, bueno, pues eh, para la tarde de mañana, ¿no? Domingo es para la que parece que va a haber más eh, digamos más presencia o, o al menos la agencia estatal de meteorología de la lluvia mañana pues en principio eh, hasta las 10 de la mañana parece que estará eh, lloviendo durante la, la madrugada pero a partir de las 10 de la mañana pues saldrá el sol veremos las circunstancias en que se encuentran estos eh, pilotos que eh, van a participar mañana en la prueba por cierto que hoy han logrado terminar un total de 91 pilotos de los, eh, finalmente, 104 que estaban, eh, en este caso, admitidos eh, para tomar la, la salida. Y, bueno, pues eh, con esto, eh, eh, digamos, con estas circunstancias eh, se ha desarrollado la tarde de hoy y es curioso porque ahora, precisamente, la lluvia parece que ha, de, ha desaparecido. Eh, el capricho de o lo caprichoso que tiene la meteorología, en este caso, ha afectado en el momento menos idóneo, ¿eh? jornada ...con un buen número de incidencias en carrera, que pudo eh, cubrirse lo que es la primera manga de entrenos, la segunda manga se tuvo que eh, suspender eh, a causa de ese gran número de, de incidentes por parte de pilotos que afortunadamente no han sido de gravedad en algún caso, eh, como el, el piloto, eh, bueno, Gutmann, por ejemplo, eh, eh, ha tenido que ser asistido por eh, los servicios sanitarios. Eh, ...pero eh, bueno, no parece que fuera de gran importancia... ...aunque sí que era trasladado al hospital... Eh, ...para sutura en la rodilla... ...y bueno, pues para... Eh, ...de todas formas precaución... ...pero ya decimos, se han ido acumulando diferentes incidencias... ...y esto ha hecho que... Eh, ...al final la segunda manga de entrenos ...tuviese que suspenderse... ...se ha iniciado con retraso la manga de eh, carrera... ...y finalmente, bueno, pues la lluvia que ha aparecido... ...en esta parte final... ...para hacer que... Eh, ...se voltee... ...todo lo que estaba previsto en la competición, y el podio sea muy distinto a lo que en principio apuntaban las eh, previsiones. Recordamos para todas las personas, que seguro son muchas, están atentas ahora mismo a la reapertura de la carretera, que todavía la verdad es que eh, restará un tiempo, pues son las 7 y 25 minutos. Las previsiones apuntaban a que a las 7 de la tarde se reabriría la carretera al tráfico, pero eh, lo cierto es que ese retraso ha hecho que, Eh, bueno, pues la prueba ya ha terminado hace unos instantes Y como podrán imaginar Todavía tienen que regresar esos vehículos Desde la zona de Benaucap Hasta nuestra eh, población Así que una vez que ocurra eso Que todavía no estamos viendo por aquí Esos eh, vehículos participantes Una vez que ocurra ya se podrá pensar En reabrir la carretera Al tráfico, así que eh, Les pedimos un poco más de paciencia Todavía van a eh, Quedar unos minutos por delante Imaginamos que ya no mucho, eh, porque la manga de carrera ha finalizado hace unos minutos, pero todavía quedarán unos instantes para que se pueda reabrir al tráfico la carretera. Eh, recordemos, en la jornada de mañana domingo será a partir de las ocho y media cuando eh, de nuevo se corte la carretera para que pueda eh, desarrollarse la competición. Pues eh, nosotros vamos a ir poniendo el punto final a lo que ha sido esta retransmisión que viene acompañándoles desde hace pues eh, justo casi eh, cuatro horas, desde las tres y media, acompañándoles con las incidencias que han ido aconteciendo, con los protagonistas de esta subida ubica, y además, por cierto, hemos contado con la colaboración de muchos oyentes repartidos a lo largo del tramo que han ido enviándonos imágenes, en vídeos de lo que iban captando a lo largo de esta jornada del sábado y que pueden ver en nuestro perfil de Radio Ubrique en Facebook. Jesús, eh, ya solo queda poner en el punto final y animaros, sí, a los oyentes a que nos sigan de nuevo mañana en lo que va a ser una nueva retransmisión de esta casa, de esta subir Ubrique. sí, mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos con todos nuestros oyentes llevándoles la última hora de la prueba. Tan solo recordar que eh, la carretera se cortará mañana a las ocho y media de la mañana, a las nueve y media tendrá previsto el inicio de los entrenos oficiales, de la tercera manga de entrenos oficiales, once cuarto inicio de la carrera 2 uno y cuarto inicio de la carrera 3 En torno a eso, de las 10 de la mañana insistimos, ya podremos, eh, nos pondremos en directo, ya comenzaremos a, a llevar la última hora de la prueba. ...con todo lo que ocurra en la jornada de mañana... ...y resumiendo directamente con los protagonistas... ...lo que ha sido la jornada de hoy y sábado... ...sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos... ...volvemos mañana, frente pasamos la conexión. Pues muchísimas gracias Jesús, Juan Carlos... ...por habernos traído desde la línea de salida... ...desde el Parque de Trabajo... ...toda la información que genera eh, la prueba... ...la vigésimo tercera edición... ...de la subida a Ubrique... ...que en directo les hemos ofrecido como cada año... Desde el 97.6 de la FM y desde RadioBrique.com Recuerden, como bien comentaba nuestro compañero Jesús, mañana a 8 y media se cierra el tramo Tenganlo presente eh, y a eso de bueno, pues las 10 nosotros eh, comenzaremos nuestra programación en directo ...para dar tiempos, resultados y todo lo que va a dar de sí... ...esta mañana segunda jornada del desarrollo de, de la subida... ...Ubrique Vena Ocaz, esta edición número 23... ...que un año más en directo le seguimos aquí... ...gracias también a los oyentes... ...que están contribuyendo a que ese álbum de la subida... ...bueno pues crezca eh, cada minuto más... ...a través de las redes sociales... Podéis contribuir también a hacer esta retransmisión ya sabes que puedes enviarnos tus foto desde el punto de tramo en donde estés. que nosotros bueno pues con todo con gusto con muchísimo gusto la, la publicaremos es lo que hemos hecho durante toda la jornada el álbum de la subida que hacen los oyentes cada año lo he hecho mañana más a partir de las 10 aquí en radio brique hasta mañana Oh, les fai. Oh, les fai. Oh, les fai. Vigésima tercera Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21